RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Pues son las 9:8 en Canarias. Especial Informativo. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Buscamos, buscamos las voces, buscamos la noticia, buscamos la última hora de cómo se va restableciendo el flujo eléctrico, de dónde y cómo van a pasar la noche los miles de viajeros que han quedado atrapados en los trenes. Pero vamos con los datos, porque daba hace un momento un dato, Daniel Hernández, buenas tardes, el de tardes. tres millones y medio de clientes han recuperado ya la electricidad. No sé si eso es correcto, si hay alguna matización acerca de ella. Bueno, lo que nos dice el Ministerio de Transición Ecológica es que están restablecidas 350 subestaciones de las 680 que tenemos. Eso、eh, representa el 51%. Y el 35% de la demanda energética está siendo atendida. Son 9.146 megavatios.、Eh, son datos de las 20.35 recogidos por el Ministerio de Transición Ecológica. Una hora antes、eh, estábamos en el 21% de la demanda energética atendida. O sea, hemos pasado en una hora del 21% al 35%. Pues esa es la última hora, datos de red eléctrica. Recordamos que hace unos minutos terminaba ese Consejo de Seguridad Nacional en el que estaba Pedro Sánchez. Y que de alguna forma allí se habrán dado nuevos datos. No sabemos todavía si va a haber una comparecencia de Pedro Sánchez en las próximas horas, pero、eh, Laura Herrero, ¿qué nos c u e n t a s Buenas tardes. Buenas tardes, pues Sánchez, en esa primera y única comparecencia aseguraba que no había problemas de seguridad, pero sí se va a reforzar la vigilancia en la vía pública esta, esta noche, sobre todo en zonas oscuras. El último en confirmarlo, en confirmarlo ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador i l l a Habrá 7.000 agentes de los m o s o s d e o s 私たちは今夜、1つの人たちが非常に大きな人たちがいると、2つの人たちがいると、 7.120、uh, de... agentes de los Mosos s de e s q u a d r a Escuchamos al presidente de la Generalitat, Salvador Guilla. En la Comunidad Valenciana, la Policía Nacional ha reactivado a los agentes que estaban librando y se refuerza también la presencia de la Guardia Civil. Escuchamos Pilar Bernabé, delegada del Gobierno de la Comunidad. En la Ciudad de Valencia se han triplicado los turnos nocturnos. En, la valenciana, en toda la Comunidad Valenciana tenemos más de 1.100 efectivos de Guardia Civil que estarán trabajando en las próximas horas para garantizar la. Seguridad ciudadana. Solicitaba lo propio también en Andalucía Juama Morena. Se refuerza a través de la Guardia Civil en las zonas rurales y a través de la Policía Nacional en las zonas urbanas, se r e f u e r c e todos los espacios de seguridad posibles. Y dejaba en manos del gobierno central el envío del ejército. Recordemos, Andalucía es una de las cuatro comunidades, junto a Extremadura, Madrid y Murcia, que han solicitado al gobierno que asuma el control de las competencias en materia de emergencias. Gracias, Laura Herrero. En espera de si se produce una, o no una nueva comparecencia de Pedro Sánchez, contamos última hora también desde Madrid.、Eh, Paco Francisco Pérez,、eh, el, desde el área de local, en Madrid, suspendidas las clases mañana, pero los coles siguen abiertos. Sí, hay que puntualizarlo porque. Muchos padres pueden estar preocupados por esta cuestión. Los centros educativos pueden estar tranquilos, estarán abiertos. Los padres pueden llevar a los hijos al colegio, por ejemplo, pero. No se va a impartir materia. El gobierno madrileño prepara una instrucción, de hecho, que va a enviar ahora a los centros educativos para que estén abiertos durante todo el día de mañana. Explica en ese comunicado que se adopta la decisión ante la falta de conocimiento de cuándo se va a recuperar la normalidad al completo y pensando siempre en las familias que así lo necesiten. Por otro lado, Carlos, acabamos de recibir el balance de actuaciones del 112 hasta las 8 y media de la tarde. En total, en Madrid. tres mil ciento treinta y nueve expedientes Con 292 intervenciones de los bomberos, lo mejor, ninguna grave. Ninguna grave, e h Lourdes, esa es la noticia también del día. Gracias, a Francisco Pérez, desde local. área de l Que no ha habido daños personales、mm, graves. Esa es la noticia, n o el gran trabajo que están haciendo a esta hora y que siguen haciendo los servicios de emergencia. Por cierto, en el terreno político, el Congreso ha suspendido la mesa de la Junta de Portavoces prevista para mañana ante la imposibilidad de que los diputados y diputadas puedan acudir.、El Las próximas horas se van a desconvocar las comisiones y actividades previstas también para, para mañana. Se informará de próximas convocatorias、eh, lo que se refiere a la actividad política que ha quedado también paralizada, como todo el país. Como nosotros mismos. Como nosotros,、eh, mismos, ¿no? como nosotros eh, sí, sí, desde luego este apagón.、Eh. ¿Tú cómo has llegado? ¿Cómo ha s llegado a la radio? No, yo he llegado pronto, hoy he llegado antes de, de otro día y entonces、eh, nada, no, no, no he tenido ningún problema para, para、no. venir, para nada.、No. El apagón ha, ha sobrevenido pues, a las doce y media, cuando t á Estábamos en plena, en plena escaleta y en pleno trabajo diario que, que, bueno, que se ha convertido en papel mojado, yo, como el del resto. Yo he ¿Y venido tú, recor ¿tú a qué has、eh, recordando los años 90, cuando、eh, todavía se hacía autostop para hacer. Ah, es verdad que has dicho、sí. que has venido en autostop, sí, qué sí, experiencia. He venido por la Avenida de los Poblados haciendo autostop. Sí. Ah, sí, te han cogido un... la primera, ¿eh? No no, no, no, no. Al final ha parado un taxista que no estaba de servicio, pero me ha preguntado, ¿dónde vas? Le he dicho, voy a p r a d o del Rey. A trabajar en la radio y a contar lo que está pasando, y me ha dicho: Sube, que te llevo. Ah, bueno, fíjate.、Eh, así que, ese taxista. Y además,、eh, él se ha visto metido en el cogollo. No era su intención porque sabía cómo estaban las carreteras, pero se ha visto metido en el cogollo por traerme hasta Prado del Rey, lo cual le agradezco desde aquí, desde la radio pública. ¿Cómo ¿Sabes su nombre o no? No, no me lo、no, ha dicho. No, bueno.、Eh, dicho. El, el pero caso es que. Todos harían lo mismo.、Eh, porque los taxistas lo son los primeros que están ahí cuando hay una emergencia. Ellos siempre responden. Lo han hecho en Cada una de las emergencias que, que hemos sufrido en Madrid y han sido muchas en todo el país. Fíjate, y casi sin darnos cuenta, a las nueve y seis minutos,、eh, una hora menos en Canarias, y recordamos, lo han dicho nuestros、eh, compañeros, recordamos trabajazo en equipo de la pública,、eh, lo ha dicho Sánchez, no hay problemas de seguridad, pero se va a reforzar. Eh, la seguridad en las calles de, de toda España,、eh, sobre todo en las zonas menos iluminadas, pero la seguridad、eh, no va a ser un problema、eh, de este apagón, de este apagón、eh, que parece que se va solucionando.、Eh, 3,5 millones、eh, de usuarios han recuperado la electricidad. En una hora se ha pasado del 21% al 35%、eh, de la demanda eléctrica. En fin. Poco a poco. Y qué pequeños somos cuando ese interruptor de repente no responde. Aquí seguimos recordando y cogiendo los sonidos de la calle. Algunos nos llegan por WhatsApp, otros nos llegan vía correo electrónico, pero la radio sigue aquí. Radio Nacional, Radio 5 Todo Noticias, en directo, 24 horas y las tardes, edición unificada. Estamos en el centro de Madrid. Nacho Monraval, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, compañeros. Ahora mismo me encuentro en pleno barrio de Malasaña, en Madrid. He subido hasta una plaza buscando cobertura y mi sorpresa ha sido que al llegar he visto a unas 50 o 60 personas reunidas mirando a un balcón. ¿Y qué había en ese balcón? Una radio conectada a un altavoz y por la radio sonando Radio Nacional. Como digo, aquí hay como más de medio centenar de personas que nos contaban que se había corrido la voz de que un vecino había puesto la radio y querían enterarse de qué estaba pasando. Otras se han encontrado este panorama por casualidad. Estamos enfrente de la iglesia de San i n d e f o n s o y, bueno, han puesto una radio a la calle y nos hemos reunido los vecinos del barrio para enterarnos. De las noticias.、Y、hemos a celebrarlo, pero no ha vuelto del todo, había vuelto a l g ú n edificio o algo así. Pero vamos, que, que sí, que hemos, nos hemos enterado que aquí estaban poniendo Radio Nacional, y hemos dicho, pues dejar a ver alcohol y vamos a informarnos. Y bueno, un poco pues, así, cosa comunitaria de, de poder ayudarnos entre vecinos y, y que la gente esté enterada al menos de. De cómo va. En esta madrileña plaza de Salí del Fonso, los vecinos se han reunido como antaño a escuchar la radio para conocer qué estaba pasando. Nos decían que estaban incomunicados, que no tenían transistor a pilas, que no podían ver la tele. De hecho, ahora mismo todos están aquí reunidos con refrescos, copas de vinos y hasta un picnic improvisado. Pues Nacho, les m a les mandamos un abrazo a todos los que están ahora reunidos en torno a la radio. Decía yo, los 90. Eso casi casi nos lleva mucho más atrás, ¿no, Lourdes? Bueno,、fíjate. Lo de reunidos en torno al transistor. Eso es. Una de las imágenes sonoras de esta jornada para la historia, de este. 28 de, de abril, ¿no?、Eh, pasan cosas que no habían pasado nunca y que nos dejan descolocados a nosotros mismos.、Mm. Eh, Carlos, vaya momento, hemos vivido, ha habido un momento de silencio en la radio.、Mm, el silencio. el la, silencio, la pausa, pero demasiada. Demasiada, pero que no había manera, no había、mm. manera, pero bueno,、eh, al final, gracias a, a los técnicos,、eh, lo hemos、eh, solventado y aquí estamos eh, informando, informando eh, con rigor y de una forma veraz、eh, frente a tanta desinformación. Ya tantos bulos.、Eh, lo importante, ya lo decía Pedro Sánchez en su comparecencia, es eh, saber, saber eh, a qué fuente acudir para informarse en este momento de, de zozobra, en estos momentos de tanta incertidumbre ciudadana. De esto precisamente nos va a hablar Chema Puente, de los que tratan de aprovechar esto para cometer delitos, para engañar, para aprovecharse los demás. Chema Puente, Información de Servicio. Buenas tardes. Lo está advirtiendo Policía Nacional.、Eh, para todo tiene que estar la presencia de los delincuentes. En este caso,、eh, mucho cuidado, o mejor dicho, no hacer ni caso a esas posibles llamadas falsas con carácter de urgencia, anunciando el restablecimiento、eh, del servicio eléctrico con la argumentación de empresas que están、eh, apoyando o colaborando、eh, con las grandes、eh, compañías. Nos aseguran que de inmediato la, la luz va a volver a casa. Y nos piden dirección, número de tarjeta o número de cuenta bancaria, y ya está realizada la estafa, aprovechando la desesperación que se está viviendo、eh, a esta hora en muchos hogares españoles. Es un dato, es una noticia、eh, que está、eh, dando la luz、eh, Policía Nacional para advertir a todas las personas que no hagan caso de estas posibles、eh, llamadas. Pues ya lo saben, no hagan caso. Reúnanse en torno a la radio y paciencia, que poco a poco se va restableciendo el flujo eléctrico. Lourdes, paciencia. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero hay que en esta pedirlo. Si a era de、es、la inmediatez,、eh, pues es lo que toca, esperar. Esperar、eh, las horas que, que sean. Pero bueno.、Mmm, Hay que ser optimistas,、eh, cautos, optimistas,、eh, pero bueno, parece que estamos cerca o nos aproximamos a, a la solución. Ya cayendo la noche y recordemos que hace unos minutos acaba b a esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional. No sabemos si habrá nuevas comparecencias, nuevas comunicaciones. Aquí estamos en la radio pública para informar, para informar puntualmente de, de lo que de verdad importa, que es que hoy no importa otra cosa que, que este apagón y las consecuencias, el caos, los problemas.、Eh, Y esa incertidumbre,、eh, llamando a la calma, evitando、eh, esas llamadas innecesarias, evitando esos desplazamientos innecesarios. Información de, de servicio público. Ahora mismo hay miles de、eh, ustedes escuchándonos desde los coches,、eh, están en esos desplazamientos, hay entradas a las ciudades. Absolutamente atestadas de vehículos. Vamos a estar en unos segundos con el portavoz de la OCU, con Enrique García, pero estamos ya en tiempo de deportes, en、eh, 24 horas, como era de esperar, los deportes también afectados. Ahora estaríamos contando Radio g a z e t a Fernando Cardenal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Carlos? Fernando, ¿Qué tal, Lourdes?、Eh, el partido entre el Almería y el Racing se ha suspendido, el Mutua Open también golpeado de lleno. Todo,、eh, toda nuestra vida se ha visto trastocada hoy con la falta de energía e l a Y claro,、sí. el deporte, por supuesto, también. No era un día de mucha a g e n d a deportiva, pero es verdad que h a s t a hora debía estar jugándose un partido en Almería, el partido que va a cerrar la jornada de segunda división, Almería Racing de Ferrol, programado para las ocho y media. Y no ha podido jugarse, ha aplazado Adriana Vázquez, Adri, porque no ha habido ninguna duda entre las partes implicadas, aunque la decisión final sí que ha tardado en llegar, Adri. ¿Qué tal? Eso es, hasta alrededor de media hora antes de que supuestamente comenzara el partido, no se ha sabido exactamente qué iba a ocurrir. Al respecto, dice mucho de la incertidumbre que está generando toda esta situación. Finalmente, y como era de esperar, ha quedado suspendido. Ha sido una decisión consensuada entre ambos equipos: el director de partido de la Liga, los árbitros y la subdelegación de gobierno. Las instituciones no han quedado exentas de las dificultades de comunicación que venimos experimentando. Es por eso que para la Liga y la Federación Española. De fútbol en Madrid ha sido tarea imposible ponerse en contacto. Por otro lado, el juez único de la competición, que es quien toma siempre la última decisión, estaba completamente ilocalizable. Y en una reunión improvisada en el estadio de la Almería con los implicados, todos han llegado a la misma conclusión. Además, esta decisión obedece a motivos técnicos: no se podía garantizar el suministro eléctrico durante todo el partido y podría haber interferencias con la sala BOR que opera desde la ciudad del fútbol de Las Rozas. Los dos equipos que han pedido Por cierto, jugar mañana a la espera de lo que diga el comité de competición, porque el Racing de Ferrol, obviamente con ese viaje tan largo, ya está allí en Almería y aprovechar、eh, que mañana están allí para jugar ese partido, aunque de momento de esto no tenemos confirmación oficial. Bueno, la otra cita que se ha visto bastante afectada en el día de hoy ha sido el m a s t e r s v i l l de Madrid de tenis en la caja mágica.、Eh, se ha podido jugar muy poquito de lo que estaba programado, de todos los partidos que había para hoy. Allá ha estado de primera hora de la mañana Javier de Diego viendo cómo iba cambiando todo el panorama.、Eh, Javi cancelado casi todo hasta que todo ha empezado a fallar allí en、eh, la caja mágica. Y de momento, Javi no sabemos tampoco si mañana se va a retomar la actividad. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí,、uh, a ver, pues como todos, ¿no? Fíjate, yo me disponía a entrar en, en el vestuario de Radio 5 y cuando he visto que se ha caído la, ha caído la red eléctrica, he visto que los videomarcadores se iban a negro y he visto que se paraba el partido. Hay videorbitraje, a ya no hay jueces de línea en el tenis, no se podía jugar, evidentemente, ha quedado todo suspendido, solo se han podido terminar tres partidos. Ahora mismo deberíamos estar viendo el Sisipas Musetti en la pista central Manolo Santana, se ha evacuado toda la caja mágica. A eso de las 5 de la tarde, y ahora lo que sí que puedo contar: en principio está confirmado que mañana habrá jornada desde las 11 de la mañana y se reprograman todos los partidos. Por ejemplo, este Estefano Sissipas Lorenzo Musetti que debía estar jugándose a estas horas se va a jugar mañana, en principio, sobre las 3 de la tarde en el tercer turno de la pista Manolo Santana. En principio, como digo, mañana habrá jornada y se、eh, reacondicionará, se reprogramarán Todos los partidos que no se han podo, podido jugar en el día de hoy. Pues ojalá que sí, Javi, que todo vaya volviendo a la normalidad también en el, en el deporte, en ese Master Mil de Madrid que tiene mucha actividad todos los días allí en la Caja Mágica. Todo esto, además, pensando en Semana Champions, en que van a jugarse dos partidos importantes entre, hoy y el, entre mañana y el miércoles, que son los partidos de ida de las semifinales de esta competición.、Eh, mañana se va a jugar en Londres, el Arsenal Paris Saint Germain. No ha habido problema, obviamente, en la previa. Han hablado Miquel Arteta y Luis Enrique, los dos entrenadores españoles en la previa. Y para el miércoles en m o n t j u i c Barça-Inter de Milán. Veremos hasta qué punto puede influir esto en el viaje del Inter. Mañana viajarían, en teoría, a Barcelona para esas ruedas de prensa oficiales de la UEFA, para el entrenamiento. Veremos si esto también trastoca un poco el viaje del equipo italiano. Y mañana también partió e la Euroliga de baloncesto en el p a l a c i o de los Deportes de la Comunidad de Madrid, el tercero de la serie entre el Real Madrid y o l y m p i a c o s No hay ninguna confirmación tampoco de que vaya a haber algún cambio. El partido a esta hora se jugaría mañana en el Palacio. Y de hecho, el equipo griego ha viajado y está ya en la capital de España. Así que de momento, esas competiciones de las que estamos pendientes también en el mundo del deporte. Pues、eh, gracias, Fernando Cardenal, por a, a actualizarnos también cómo está afectando este enorme apagón, este gigante apagón. Está、eh, fundido de plomos de toda España también en el deporte. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Especial Informativo. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Lourdes Maldonado. Informando en directo las tardes, 24 horas, acompañándoles en el viaje. ¿eh? Lourdes e s t e las carreteras. He visto viaje... una imagen antes de, no sé si es entrada o salida de Madrid, pero autovías llenas y llenas de coches. ¿eh? Mm, y lo que nos podemos encontrar cuando salgamos de aquí, si salimos en algún momento, Carlos. Yo casi, casi que prefiero quedarme. <risa> a dormir aquí. <risa> bueno, fíjate,、quedarme. otra imagen de la noche va a ser de、eh, cientos de personas o miles durmiendo en las estaciones、mm. de tren. Recordamos,、eh, una quincena de ellas, las más grandes, estarán abiertas de manera extraordinaria porque la situación es extraordinaria,、eh, no hay precedentes.、Eh, van a estar abiertas para, para dar cobijo, dar techo a, a, a los viajeros que, que se han visto afectados por, por la sustancia. Del tráfico ferroviario, que, que, que es el principal afectado, n o el, el servicio ferroviario. Recordemos que sigue habiendo personas、eh, que, pendientes de evacuar y de rescatar en algunos convoyes. Vamos a recordar el teléfono abierto de Radio Nacional, el 900-137-137. 900 137 -137, 137 Cuéntenos dónde se encuentran, cuál es su casuística, porque hay 35.000 personas Que han estado en algún momento atrapadas, no sé si siguen todas ahora mismo atrapadas porque se han producido rescates a lo largo、Desde、de la luego, tarde. Personas atrapadas en、eh, trenes, atrapadas en ascensores, mm, mm, sí, mm, atrapadas en la carretera, también nos pueden llamar si quieren contarnos、eh, que ha vuelto la luz en su barrio, que ha vuelto la luz en su casa.、Eh, el teléfono de la radio pública ha abierto a todos los que quieran contarnos algo. 900-137-137. La radio pública está funcionando y es de ustedes. Y ahora, Cuando todo pase, cuando、uh, todo esto empiece a mejorar y cada uno tenga su electricidad y esté en su sitio, en su casa, en su lugar de destino,、eh, empezarán las reclamaciones. Lo comentábamos hace unos minutos, pero con muchas dificultades、eh, de comunicación con una portavoz de la OCU. Tenemos en directo a Enrique García, portavoz de la Asociación de Consumidores y Usuarios. ¿Cómo está, portavoz? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hola, Henry, Carlos l n ú r d e s q u é tal? ¿Cómo ¿tal? estáis? q u é tal? Pues mira, yo con una buena noticia, y es que en el norte de Madrid acaba de llegar la l u z h a c e Tres minutos, p o r lo cual se normaliza un poco la, la situación. Se normaliza.、Eh, Carlos le, le preguntaba en nuestro anterior intento con Ileana,、eh, le comentaba que tendríais el buzón、eh, de mensajes y de consultas hasta arriba.、Eh, yo creo que、mm, es fundamental, Enrique, que cuentes a los oyentes ahora mismo、mm, lo importante, por supuesto, es recuperar la luz, pero una vez que se restablezca la luz,、eh, ¿cuáles son los derechos ante esta? Avalancha de retrasos y avalancha de incidencias. ¿Cuáles son los derechos del consumidor, del ciudadano en estos momentos q u é tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues mira, lo fundamental es que en, con esto sucede un poco como la pandemia. Estamos ante una circunstancia extraordinaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esto ha alterado a muchos contratos de prestación de servicio. Y en este caso, pues ninguna de las partes es responsable. Y esto sirve para explicar lo siguiente. A ver. Las empresas que、eh, no han podido prestar sus servicios por la falta de electricidad,、uh -huh. todo parece indicar que es una circunstancia excepcional, pues no tienen por qué indemnizar al usuario por, por ese problema. Y al revés, el usuario tampoco tiene que pagar o hacer frente de aquellos contratos que no se hayan podido、eh, finalizar por esta falta de electricidad. De electricidad y esto traducido a, a circunstancias concretas. Empecemos por los hogares. En principio, las empresas、eh, distribuidoras de electricidad no se tienen que hacer responsables de、eh, la falta de suministro, los daños que haya ocasionado la falta de suministro, para entendernos, por ejemplo, posibles daños en, en los alimentos conservados.、Uh -huh. Y、eh, bueno, pues recibiremos. A lo largo del año, una pequeñísima compensación en función de la duración de este episodio. Y luego, donde más incidencia se está produciendo es en el transporte,、sí. fundamentalmente en el transporte ferroviario, que a fecha de hoy, de ahora, perdón, está cancelado. ¿Qué quiere esto decir? Pues que las empresas de transporte no tienen que hacer frente a las penalizaciones que establece la norma cuando se produce una cancelación, porque son circunstancias extraordinarias. Y los usuarios, pues、eh, tampoco pierden el dinero del billete. Pueden recuperar y、eh, exigir la devolución del importe del viaje no hecho. y、eh, O bien elegir también、eh, re la recolocación lo más pronto posible, siempre a voluntad del usuario. Y una、eh, cuestión. Con independencia de que、eh, la empresa no tenga obligación, los operadores de transporte, de hacer frente a las indemnizaciones que dice la ley, sí que tienen que garantizar el derecho de asistencia. En el caso del transporte aéreo, en el caso del transporte ferroviario. ¿Qué quiere esto decir? Que el usuario que se ve afectado, cifrabas antes en alrededor de 35.000, pues tiene derecho a que le preste, en la medida de lo posible, pues, asistencia a base de comida. Eh, com comunicaciones, decía la norma, cuando era posible, y también alojamiento, eso sí, con el matiz de cuando sea posible. Y luego, otra cuestión, si me permitís. Desde o c u queremos、eh, recordar a los consumidores que, aunque no ha Fecha de ahora mismo no se le puede poner、eh, o no se puede determinar un responsable. Sí, que es conveniente guardar y acreditar todas aquellas pruebas que de alguna manera den idea del perjuicio que hemos podido sufrir en esta situación y luego plantear si cabe. Esa responsabilidad, alguna empresa pues, plantea u e s p la indemnización por el perjuicio sufrido. Claro,、eh, por lo tanto, guardar, guardar esos billetes o cualquier eh, Eso, eh. prueba. Sobre, sobre el tema del alojamiento, Enrique,、eh, nos adentramos ya en una noche en la que muchos ciudadanos van、eh, a dormir、eh, quizás en alguna de las estaciones abiertas.、Eh, ¿Qué recomendación das a esos,、eh, a esos viajeros、eh, que se han visto afectados? ¿Dormir en la estación? Intentar、eh, buscar alojamiento、eh, de cara a que luego puedan、eh, recibir alguna compensación por ese alojamiento? ¿Qué recomendación das desde la OCU?、Eh, no, no, en principio la empresa no puede hacer frente, la empresa transportista no puede hacer frente por razones obvias, no, no puede buscar un alojamiento, debería、eh, buscarlo siempre que sea razonable. Lo que、eh, el consumidor no puede plantear es que.、Eh, Se paga el hotel y luego exige a la, a la compañía. Teóricamente podría plantearlo y llevar el tema a juicio, pero hombre, la, el caso de, de la circunstancia excepcional hace que la compañía no sea responsable. ¿eh? Eh, expresamente se reconoce ese, ese tema del derecho de asistencia cuando se trata del de,、eh, transporte aéreo para los,、eh, las personas que ya están en el vuelo, ¿no? donde la compañía estando en el aeropuerto, si las circunstancias lo permiten, que lo dice claramente la norma, les tiene que proporcionar ese alojamiento. El, el hecho de buscar alojamiento por una parte y luego reclamar, pues bueno, tiene la dificultad en este caso de que se trata claramente de una circunstancia extraordinaria para la compañía transportista, con lo cual, pues no parece que en principio eso pudiera、eh, prosperar,、Entendido. esa reclamación. Pregunta,、eh, saludos Enrique, portavoz de la OCU, soy Carlos Núñez.、Eh, pregunta a Alex Cañamero en nuestras redes sociales si、eh, recibirán alguna solución los que tenían un、eh, billete de AVE para hoy. Que no han podido coger, es decir, los que no han llegado a subirse a ningún、sí. tren, porque no solo hay gente atrapada, sino gente que se ha quedado hoy sin, sin ningún tipo de posibilidad de, de viajar. Si recibirán alguna solución como un cambio de tren o simplemente un reembolso, tienen derecho al reembolso o al cambio de tren, y ese cambio de tren a voluntad del usuario. Esta es, en este caso, p u e son s los derechos que tenemos los consumidores, por supuesto, a, si no podemos realizar ese viaje, recibir, devolver el reembolso del precio del billete pagado, o la empresa tiene la obligación de recolocarle, eso sí, en unas circunstancias adecuadas para el usuario y lo más pronto posible de una forma eficaz. Se podría reclamar, pues, si la empresa tarda muchísimo en hacer esa r e l a m a c i ó n Esa recolocación, ¿no? confiemos en que sea de forma rápida. Pero por supuesto, los usuarios、eh, que se han visto afectados y que no han podido llegar no solo al tren, también a los vuelos, por ejemplo. Hay vuelos que han salido y el usuario no ha podido, no ha podido llegar. Y Enrique, ya por último, agradeciéndote que estés en directo con ¿Tanto nosotros. Tiene a n t t o derecho a la devolución del precio del dinero. Pongamos, por ejemplo,、pues、mucha gente que acude. A aeropuertos con vuelos internacionales desde otra ciudad y ha perdido ese vuelo, tiene derecho al reintegro del precio de ese vuelo. Te preguntaba Enrique, perdíamos la comunicación por un segundo, pero te quería preguntar ya por último, agradeciéndote que estés en directo con nosotros, si algún electrodoméstico en casa ha sufrido con esa vuelta de corriente, con algún pico de posible tensión, o s sea, e ha sufrido algún daño o los daños de lo que tenemos en nuestros congeladores frigoríficos. Pienso en las carnicerías, pienso en cantidad de、eh, pequeñas y medianas empresas que han podido sufrir daños en esos productos que ahora tendrán que、eh, tirarlos. ¿De esto hay un seguro que se hace cargo o pasa como en grandes d e s a s t r e s Esto va a ser un consorcio、eh, por el volumen de, de daños que se van a producir o que se están produciendo? No, aquí esto no está considerado como riesgo extraordinario, por lo cual, con lo cual no entra el consorcio. Cuando alguien tiene contrata d o un seguro de daños propios que cubre esta contingencia, que los hay en las coberturas más amplias, por supuesto tiene derecho a reclamar, pero al seguro. Que es por el que paga y el seguro tendrá que hacer frente a estos daños. Por ejemplo,、eh, se produce algún daño en la comida que hay en el frigorífico. ¿no? Eh, los consumidores normales ahora mismo no, van a, no vamos a poder reclamar porque, en principio, se trata de una circunstancia extraordinaria. Pero ha citado un caso que es la subida de tensiones que pueda provocar la vuelta de la electricidad. Este caso sí es reclamable. ¿A quién? A la empresa distribuidora. Porque la empresa distribuidora no es responsable de la falta de suministro eléctrico. Le hemos perdido Le hemos definitivamente. La i m p t a n c i a extraordinaria. Ay,、sí. Pero luego s、sí、i tiene la obligación. De proporcionar la luz en los términos normalizados y, por supuesto, sin producir ningún tipo de daño. Enrique, va y b i e n e el sonido. A modo de conclusión, en un minuto, de cara a los oyentes que se incorporan ahora, la conclusión: ¿a qué tenemos derecho con este imprevisto? Del que se están investigando todavía las causas,、eh, ante pasajeros、eh, que han perdido、eh, trenes, pasajeros a, atrapados en trenes,、eh, ¿qué derechos en conclusión tienen los usuarios? Bueno, en el caso del transporte, los usuarios tienen derecho al reembolso o la, a la recolocación en otro transporte alternativo lo más rápido posible y、eh, a voluntad del usuario siempre. Y en el caso de la vuelta o los perjuicios. Ocasionados por el, la electricidad, en principio es una circunstancia extraordinaria y nosotros desde OCU recomendamos que se guarden las pruebas de los daños sufridos por si dentro de un tiempo fuera posible una reclamación. Lo ha contado en directo en Radio Nacional Enrique García, portavoz de la OCU. Gracias, información de servicio, Enrique. Gracias, buenas tardes. Y a、buenas、vosotros tardes, por、Enrique. ese servicio público hoy tan necesario. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Lourdes. Especial Informativo. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. De un momento. Lourdes Maldonado. De un momento a otro. Perdona, Lourdes, que es la costumbre de entrar ahí a, a Cañón. Y hoy tenemos programa unificado entre los dos, las tardes y 24 horas. Y esto promete, ¿eh? Esto promete. promete. Ha sido un orgullo y un lujo compartir estudio contigo. Orgullo de, de Radio Pública. Pues aquí seguimos contando cosas. Eh, por ejemplo, que en unos minutos vamos a escuchar a Pedro Sánchez en directo después de ese Consejo de Seguridad eh, Nacional. Eh, y decíamos que la noche llega ya a España, a una España que ha estado、eh, desconectada de la corriente eléctrica durante muchísimas horas, no sé si van ya para、uh, ocho horas prácticamente,、eh, sin luz en muchos puntos del país. Y se ha reforzado la seguridad en la vía pública interior. Ha dado dos detalles de ese gran dispositivo que se pone en marcha a partir De esta hora, Margarita i n e s t a Buenas noches. Buenas noches. Sí, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han reforzado preventivamente la presencia de patrullas en toda España. En total están desplegados t r e i n a g e n t e s quince f e c t i v o s de seguridad ciudadana, de Policía Nacional y otros q u i n c de la Guardia Civil, tanto de seguridad ciudadana Como de la agrupación de tráfico. Además, hay unidades de reserva que están preparadas en alerta por si fuera necesario su intervención. Fuentes del Ministerio del Interior ya aseguran que por el momento no ha habido incidentes destacables de orden público. Pues esa es la situación. Gracias, Margarita. Iremos actualizando los datos de lo que vaya pasando a lo largo de esta noche, noche que se va cerrando poco a poco sobre el país. En este contexto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acaba de hacer un llamamiento. A los ciudadanos de la capital. Por favor, volver lo antes posible y con todas las precauciones a vuestros domicilios. No tenemos que garantizar el suministro eléctrico del alumbrado público en gran parte de la zona de Madrid y, por tanto, necesitamos, para minimizar los riesgos de seguridad que se puedan producir, que por favor volváis a vuestras casas y que permanezcáis en vuestros domicilios. Que la gente esté en las casas, que permanezca en los domicilios. Hay algunos.、Eh... Oyentes, escuchantes, lurdes que quieren saber cómo ayudar, que se preguntan si deben o no, por ejemplo, llevar comida a las estaciones de tren donde miles de pasajeros p u e d e que pasen la noche o van a pasar la noche a partir de ahora. La solidaridad también. Eso no falla, tiene no falla. Ganas Marca de España, desde、mm. luego que sí. Y esa es la pregunta... la esa es la, la pregunta: ¿de qué manera、eh, pueden ayudar los ciudadanos, eh, Carlos? Eh, Es verdad que、mm -hmm. nunca está de más. Las redes de, más? de solidaridad vecinales、mm -hmm. siempre se activan. Hoy,、eh, en un experimento social, he abierto la puerta de mi casa con el transistor en la mano <risa> e inmediatamente se ha abierto la puerta del vecino. <risa> es lo que nos contaba Nacho Monrabal hace un momento. Y ha salido y ha, y ha dicho: Sabía que tú ibas a tener una rabia. Entre eso, entre el autoestop, bueno, bueno, esa cadena de solidaridad que no falla cuando vienen, cuando vienen maldadas. ¿eh? Eso es así. Pues vamos a hablar de la situación también de lo que se va a vivir en las próximas horas. En espera de que hable Pedro Sánchez y dé más detalles de lo que está pasando y de lo que va a pasar en las próximas horas, sí que sabemos que en algunas comunidades no va a haber clase, que se han suspendido, aunque los colegios,、eh, por ejemplo en Madrid, van a seguir abiertos. Rosa Cervantes, ¿qué tal? ¿Qué datos tienes? ¿Qué nos cuentas? Buenas noches, Carlos.、Eh, Madrid y Aragón suspenden actividad lectiva, pero abrirán los centros educativos mañana para garantizar la atención de los alumnos. Los centros estarán atendidos con profesorado, pero no se va a avanzar materia para no perjudicar a los alumnos que no asistan. En ambas comunidades se mantienen los servicios de comedor y transporte. Debido a que no habrá actividad lectiva en Madrid, se aplazan las pruebas de conocimientos para los 280.000 alumnos de cuarto y sexto de educación primaria y de segundo y cuarto de educación secundaria, unas pruebas que estaban previstas para mañana y el miércoles. Sin embargo, en Galicia y Castilla-La Mancha, estas dos comunidades suspenden toda actividad lectiva en todos los niveles educativos y no mantendrán las、eh, clases, los centros、eh, abiertos. Canarias, Baleares, libres del apagón, gracias Rosa Cervantes.、Eh, hay suspensión de esas、eh, clases, pero colegios que van a permanecer abiertos en Aragón, también en, en la、Mad、Comunidad de Madrid. d e Madrid estarán abiertos,、mm. pero no avanzarán en materia para no perjudicar al resto de alumnos. y Galicia y Galicia Castilla-La La Mancha、eh, no habrá colegios.、Uh -huh. Y creo que podemos saludar ya a, en unos minutos.、Eh, va a estar con nosotros un doctor en ingeniería eléctrica, Universidad Carlos III de Madrid, dando también información. Además, nos va a atender desde Boston si las comunicaciones lo permiten, claro, porque están siendo bien complicadas.、Eh, saludamos a Marcial González, doctor en ingeniería eléctrica por la Universidad Carlos III de Madrid, que está viendo todo esto desde la distancia. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por allí? Pues、bueno. está la cosa bastante complicada. No sé cómo lo ve usted desde allí, desde Boston. Pues sí, la verdad que estoy aquí con un equipo de, de compañeros, ingenieros eléctricos, y lo estamos siguiendo con, con mucha expectación porque es un fenómeno、eh, no solo que no se esperaba, sino también bastante, o sea, que digamos que tiene bastantes cosas para analizar y, y bueno, pues bastante, lo, lo seguimos con bastante expectativa. Le, le advierto que ya somos casi casi unos expertos, ¿eh, l o r d e s porque、eh, llevamos ya unas cuantas horas en antena, hemos、pero、hablado se... con expertos, pero seguro, seguro que, nos que nos va a dar nuevas c l a v a s Seguro, segurísimo.、Mm, Marcial, ¿qué es lo que más. Eh, te ha llamado la atención de toda la información、eh, que tienes sobre este apagón que va ya camino de las nueve horas en la península ibérica.、Eh, ¿Qué es lo que te llama la atención、eh, cuando te has enterado? ¿Qué has pensado? ¿Qué hay detrás?、Eh, esa causa de la que todavía no conocemos los detalles, aunque todas las hipótesis están abiertas ahora mismo. Pues bueno, los que conocemos el sistema eléctrico ya sabemos que esto, este tipo de eventos. Eh, tan históricos porque no tenemos casi ningún ejemplo en redes eléctricas europeas anteriores. Todo este tipo de eventos se dan、eh, no s o l o debido a que España energéticamente la podemos considerar como una isla, el sistema energético España-Portugal, sino también se deben a una conjunción de factores, a una conjunción de eventos que se han dado en la red eléctrica. Entonces, obviamente, nada más、eh, pasa este evento, pues encontramos con multitud de lecturas, pues bueno, algunas suposiciones o algunas hipótesis tempranas que la, su, seguramente s i e Que siempre suelen i e e m p r s ser falsas, pero yendo un poquito más a lo que se h a s a bien estas últimas horas, viendo las gráficas, viendo la información que va dando red eléctrica, eh, eh, nos interesa mucho más el, el tipo de factores o el, la, la, esta conjunción de eventos que se ha podido dar para acabar en, en una caída de tensión, en un cero energético como el que se ha vivido en España hoy. Un c e r e r o energético.、Eh, doctor, esto hace algún tiempo estuvimos hablando de la crisis en Rusia, de cuando empezó la, cuando empezó la invasión de, de Rusia de Ucrania, de la seguridad energética. Aquí se ha contado y expertos en energía de alguna forma han dicho. Que esto era muy difícil que pudiera pasar. Es decir, que el sistema tenía formas de protegerse, que tenían,、eh, pues, de alguna forma,、eh, como perfiles estancos para solventar cada riesgo y que un cero absoluto era algo prácticamente imposible. O al menos se ha hecho、eh, creer que esto era así, pero realmente no es así. Es decir, Hemos visto que hoy ha pasado, que hoy、eh, la red eléctrica española ha ido a cero absoluto. ¿Cómo es posible y cómo lo entienden ustedes、eh, como ingenieros que haya podido pasar esto、eh, en un país como España? Bueno, como ya les digo, esto se debe a una conjunción de factores que bueno, habrá que analizar、eh, con posterioridad y vendrán informes. Red eléctrica, seguro que dará、eh, muchísima información al respecto, con todos los eventos detallados,、eh, como, como comentan.、Eh, esto es algo que nadie se esperaba.、Eh, los, los que conocemos un poco la, la red eléctrica lo, veríamos, lo veíamos casi imposible, porque se tienen que dar muchos factores, además, todos a la vez.、Eh, el sistema eléctrico, especialmente el sistema eléctrico europeo, que es. De los más robustos en el mundo, está preparado para que en todo momento、eh, se produzca el fallo más crítico en la red eléctrica. Así que para que suceda un evento como el que hemos vivido hoy, no solo tiene que darse el peor fallo en la red eléctrica, sino. Una conjunción de factores múltiples que en conjunto provocan esta cascada de、eh, fallos en el sistema de cara al, al s e r energético. Es por eso que lo vivimos como, como algo、eh, muy, que era muy poco probable, que no esperábamos. Pero que no lo esperáramos no quiere decir que no estuviéramos preparados para ello. Y se está viendo cómo、eh, el sistema en tiempo récord se está reponiendo. Ya tenemos prácticamente más de la mitad de la, de la red energética española、eh, repuesta. Los trabajos continúan. Y de cara ya a la noche esperamos que el sistema esté repuesto según datos de red eléctrica en su totalidad. Entonces, por una parte, bueno, hemos vivido esta conjunción de, de factores muy, muy, muy, muy raros. Que bueno. Eh, no por ser extremadamente raros y no por suceder de forma conjunta y, y de forma tan inesperada, no, no por ello no estábamos、no、preparados para ello. Y, y vamos, prueba, prueba de esto es. Lo bien que se ha repuesto el sistema después del fallo. Lo cierto es que, Marcial, hablas de, del sistema eléctrico español como uno de los más robustos en Europa. Estamos asistiendo a este apagón eléctrico. Más allá de los daños personales, que afortunadamente no tenemos que lamentar, más allá de incidencias, eh, caos, eh, ¿cuál es el principal riesgo de un cero eléctrico como el que estamos sufriendo en España? Bueno, la, la verdad que、eh, en España. Hospitales y demás,、eh, las cargas eléctricas、eh, básicas que se llaman o cargas eléctricas importantes,、eh, no solo tienen detrás un sistema, de, un sistema secundario de generación de energía, pues muchos hospitales tienen、eh, pues、grupos electrógenos o, o sistemas de, de generación eléctrica alternativos para no quedarse nunca sin, sin, sin energía. Y no solo eso, sino que aparte, en la reposición del sistema se le da prioridad a lo que se conoce como las cargas críticas, que son todas estas cargas importantes. Para que el sistema,、eh, pues, Priorice、eh, dar energía a las zonas que, que más lo necesitan por su, por su funcionalidad. Obviamente, pensamos siempre,、eh, pues, por ejemplo, en transporte público, en, en zonas de servicios básicos, que son las primeras y las más afectadas por, por este tipo de, de eventos. Hay que responder、eh, rápidamente dentro de las posibilidades que hay. Incluso, como ya comento, se les da prioridad en, en la restauración del sistema a este tipo de cargas críticas. Y, y bueno, pues afortunadamente,、eh, como, como comentaba antes, todo esto está en los protocolos, todo, o sea, el sistema eléctrico estaba preparado para esto, aunque no se esperaba, estaba preparado para esto, existen protocolos y se ha actuado en base a los protocolos. Entonces,、mmm, no hay. Eh, que tampoco alarmarse demasiado porque, dentro de que se ha producido un fallo histórico y que no se esperaba y que tampoco se espera que, es, que vuelva a ocurrir, se ha actuado bien, se ha actuado dentro de los protocolos, estamos preparados para ello、uh -huh. y, y, pues, se ha, digamos, mantenido la normalidad en todo momento.、Eh, entendemos que el momento más crítico ya ha pasado,、eh, se está restableciendo paulatinamente el suministro eléctrico.、Eh, hemos consultado a otros expertos, no parece、eh, que pueda haber. Eh, nuevos apagones, nuevas réplicas,、eh, ¿cómo lo ves tú desde tu experiencia como experto? Pues justamente el hecho de que se estén llevando estas labores de reposición del sistema eléctrico de manera normal y dentro de los protocolos nos indican que no hay ningún fallo muy grave que. Que vaya a poder hacer que este evento se repita en los próximos días o durante la reposición. Pues a veces, cuando hay fallos muy graves, es normal que durante la reposición del sistema vuelva a haber caídas, por, por, bueno, porque hay algunos elementos del sistema que sí que están dañados. En este caso, parece ser que todo ha sido una conjunción de eventos muy puntuales y muy concretos que han llevado a un colapso de las tensiones en el, en el sistema y el ser energético, pero,、eh, como ya les comento, esto de que se esté reponiendo el sistema dentro de las normalidades, pues. Nos indican por ahora que, que todo está dentro de la normalidad y que no hay、eh, que esperar、eh, eventos parecidos en los próximos días. Aunque, como ya digo,、eh, la fuente de información más importante será la Red Eléctrica, que irá informando del estado del sistema eléctrico en los, en los próximos días y seguro que tendremos un informe detallado de todo lo que ha pasado. Pues,、eh, si le parece, siga con nosotros, porque tengo que hacerle alguna pregunta más. Estamos esperando a que hable el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, des después de ese Consejo de Seguridad Nacional. Pero、eh, habrá tiempo de analizar lo que debemos aprender de lo que ha pasado cuando lo sepamos. Pero se puede descartar ya algo, es decir, hay algo que podamos decir. Esto no lo ha podido provocar,、eh, por ejemplo, un fuego en una subestación o algo así de lo que a esta hora no tenemos noticia. s Es decir, todavía no sabemos qué ha pasado, pero ¿podemos saber qué es lo que seguro no ha pasado? Lo que seguro que no ha pasado es una cosa concretamente. Es decir, no podemos echarle la culpa a nada. En especial, no hay ningún evento que solo ese evento aislado haya provocado、eh, este cero energético. Como ya digo, es una conjunción de diferentes eventos que se han dado a la vez.、Eh, se ha hablado entre las cosas que he podido leer y que más o menos me cuadran que pueden ser ciertas: se ha hablado de unas oscilaciones de potencia debido a, a unos cambios de temperatura en las unas líneas de alta tensión que han podido introducir ciertas perturbaciones en el sistema, en conjunción. Con algún otro fallo en alguna subestación、eh, en, a lo largo del territorio español, eh, una eh, desconexión de, de la interconexión con Francia, que también nos ha separado del sistema europeo,、eh, digamos, acentuando todavía más el carácter de isla energética que tiene España, y eso son cosas que pueden haberse juntado. Para, para provocar este fallo. Como digo, simplemente son cosas que he estado leyendo, que puede ser que hayan ocurrido,、eh, múltiples factores que empiezan a salir, pero hasta que no tengamos el informe detallado del operador del sistema no podemos sacar conclusiones todavía.、Eh, el fallo múltiple, el fallo sistémico,、eh, el, del que、sí. hemos hablado、eh, a lo largo de toda、eh, la tarde. Eh, Marcial, eh, cae la noche de cara a esos oyentes que nos están escuchando.、Eh, ¿Qué mensaje de servicio público, consejos, mensaje de utilidad? u utilidad puede,、eh, puedes lanzar como experto para tranquilizar a los oyentes? Pues, en principio, y como ya comento, la reposición del sistema se está dando dentro de los protocolos, dentro de lo que es normal. Red eléctrica. Cuando se produce el evento, avisa de que está trabajando la reposición del sistema y va a durar de entre 6 y 10 horas. Así que deberíamos tener, pues, casi la totalidad o si no la totalidad del sistema energético repuesto para esta noche.、Eh, eso es algo muy positivo. Así que mantener la calma, esperar a que vuelva la, la electricidad.、Eh, si tenemos, pues, en casa, por ejemplo, algo que se dice mucho: si tenemos en casa neveras, congeladores, evitar estarlos abriendo en exceso para no perder el frío y, y sobre todo, calma porque la electricidad va a volver. Muy pronto, de hecho, ya ha vuelto en gran parte, quizás en la mayor parte del territorio nacional. Pues le voy a pedir que, que esté unos minutos con nosotros porque podemos escuchar ahora mismo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, minutos antes de que hable en directo también Pedro Sánchez. Buenas tardes a todos, quiero comenzar trasladándoles a todos ustedes mi solidaridad por las horas que estamos viviendo, especialmente a todos los españoles que han vivido o siguen viviendo situaciones muy angustiosas. Dificultad sobre dificultad a lo largo de todo un día en el que la ciudadanía está afrontando con un civismo que debemos de reconocer y agradecer. Quiero también tener un agradecimiento expreso a los servicios de emergencia de todas las administraciones. En esta situación de enorme complejidad, llevan todo el día dando lo mejor de sí mismo para atender las emergencias. Es importante conocer las causas. Pero sobre todo ahora es esencial paliar los efectos y atender los problemas de seguridad que puedan producirse. Estamos ante una emergencia nacional. La primera prioridad son las personas cuya vida puede estar en peligro. Eso es lo fundamental. Para ello pedimos que sigan los consejos que ha dado el Gobierno para no saturar líneas y evitar exposiciones innecesarias. También que se sigan las indicaciones de las autoridades, que son las que tienen algo de información real al respecto. La segunda es garantizar la seguridad, de forma especial si en las próximas horas no se restablece la normalidad y la emergencia se mantiene con la llegada de la noche. Deben de movilizarse todos los recursos del Estado para evitar que haya situaciones indeseables y la ciudadanía nada funciona con n o r m a l i d は、d Y en este c o n t e に、t o es muy i m p o r t に、n t e que el a p る g ó n eléctrico n、no、る se sume un apagón i n f o r m の t i v o del gobierno. Después de estas prioridades, lógicamente, habrá que dar el paso siguiente. Por un lado, エヴァレンジャーの一つの事は、ったちの人たちの影響を受け止めることができます。そして、私たちの影響を受け止めることができます。 Mientras estemos en una emergencia nacional como esta, todos debemos estar a una. El Gobierno sabe que los españoles tienen a su disposición al Partido Popular desde todas sus responsabilidades nacionales, autonómicas y locales. Palabras de. Mucha palabra... suerte. Palabras de, c í a del presidente del Partido Popular que pedía más información. La ha dado el gobierno que se ha puesto en contacto con Génova. Ha habido una comparecencia de Pedro Sánchez hace un par de horas. Se volvía a constituir a las 7 ese Consejo de Seguridad Nacional. Y、eh, en unos minutos、eh, esperamos una nueva comparecencia de Pedro Sánchez contando todo lo que pasa. Y estamos en directo en 24 horas en las tardes con Lourdes Maldonado y con Marcial González, que es doctor en ingeniería eléctrica por la Universidad Carlos III de Madrid, tratando de arrojar luz y valga la expresión, doctor,、eh, acerca de lo que ha pasado. Porque esto lo hemos visto en otros países, pero en España、eh, esto no había pasado nunca. Nos decía otro、eh, de los、eh, ingenieros con los que hemos hablado. Ha b l a d o de los expertos que en sus 49 años no lo había visto, pero que sí que había históricamente、eh, registrado algún cero absoluto en épocas más pasadas. Eh, ¿Usted eh, contabiliza también algún hecho parecido en España? Pues la verdad es que en España、eh, yo tengo 31 años, nunca había visto nada parecido. Como no sé si me nota por el acento, pero como soy de Tenerife, soy de Canarias, sí que allí hemos vivido recientemente, tanto en Tenerife como en la isla de La Gomera,、eh, dos ceros energéticos en Tenerife y un cero energético en La Gomera, también producidos un poco por lo mismo, por una conjunción multifactorial de problemas en, en, en las redes eléctricas.、Eh, en redes eléctricas. Tan grandes como es la de, la de España, del sistema nacional conectada con el sistema europeo, la verdad que esto es un evento muy, muy extraño, muy、eh, improbable de que, que sucediera y cuesta mucho encontrar、eh, eventos similares en, en redes eléctricas tan fuertes como la europea. Podemos remitirnos a 2006 en Alemania, donde un fallo en cascada provocado a raíz de una desconexión de una línea de alta tensión,、eh, pues también dejaba a más de 10 millones de personas en. en Alrededor de Europa sin energía, pero aquí estamos hablando de muchísimos más afectados.、Eh, estamos hablando de una red muchísimo más fuerte, muchísimo más modernizada y de la que podíamos esperar todavía menos un, un Fabio así. Históricamente tenemos、eh, situaciones parecidas también en Australia, por ejemplo,、eh, a pesar de que también, pues, obviamente, tiene un, un sistema mucho más aislado que el europeo, pero es algo、eh, en Europa, yo creo que no. no Podemos remontarnos a ningún evento de estas características en una red tan fuerte como era la europea a día de hoy. m e n c i ó n especial esa, esa peculiaridad de que las islas en esta ocasión、eh, salen indemnes de, de este apagón masivo, las islas y Ceuta y Melilla. Marcial. Claro, porque son sistemas eléctricos aislados. El problema lo ha tenido、eh, el sistema eléctrico peninsular. Eh, es más correcto, quizás, hablar eso del sistema eléctrico peninsular, ya que los afectados han sido España y Portugal. El sistema eléctrico peninsular, a pesar de que forma parte del sistema eléctrico europeo, nuestra capacidad de interconexión con Francia es muy pequeña. i t Entonces, por eso muchas veces se habla del sistema eléctrico peninsular, España y Portugal, como un sistema eléctrico aislado, pero、eh, igualmente interconectado. Es verdad que en esta ocasión ha fallado, habrá que ver la causa, ese, ese fallo múltiple, esa concatenación de, de fallos. Pero,、eh, ¿a qué te referías? ¿Por qué hablas del sistema eléctrico español como un sistema robusto, uno de los más robustos europeos?、Eh, aunque hoy tengamos que hablar de, precisamente de esa debilidad de nuestro sistema o de ese punto débil. ¿Por qué hablas de un sistema eléctrico robusto, el sistema eléctrico español? Efectivamente, parece paradójico n o hablar de la robustez y elogiar la robustez tanto del sistema eléctrico español peninsular como del sistema eléctrico europeo dentro de la, los estándares tan fuertes de, de, que tienen de, de operación, dentro de las redundancias, de, de los sistemas de seguridad tan importantes que, que tienen. Pues bueno, es un ejemplo mundial siempre en cuanto a bien hacer y, y buena configuración del sistema eléctrico. Como ya comento, pues paradójicamente, hoy hemos tenido este evento、eh, que, pues, No por ser inusual, no significa que no estuviéramos preparados para ello.、Eh, digamos que la red eléctrica europea, con todos los países unidos, han creado un, un, digamos, una serie de métodos para operar y de, y de procedimientos de, de operación que pues, colocan、eh, los estándares de calidad del sistema eléctrico europeo muy, muy muy, muy altos, en una posición muy alta en el mundo. España, pues con, con Red Eléctrica de, de España también como operador del sistema, seguía estos protocolos, estos procedimientos、eh, estandarizados de muy alta calidad, de, mu de, de muy altos requisitos,、eh, y pues todo apuntaba a que un evento de estas características era casi casi、eh, pues imposible que se produjera. Eh, nuevamente, paradójicamente, pues se ha producido. Afortunadamente, estamos preparados para ello. La reposición se está dando、eh, según lo, lo planificado. O sea, los tiempos son los previstos, Marcial. Los tiempos en los que se está、eh, reponiendo son los previstos. Sí, sí, sí. Desde el momento en el que se produce el fallo, Red Eléctrica、eh, está muy preparada para reponer el sistema. Son protocolos que tienen muy ensayados, que tienen muy medidos,、uh -huh. que tienen muy bien estructurados. Nada más producir. El apagón, ya saben cómo reponer el sistema, ya saben desde dónde lo tienen que reponer, ya avisaban de que entre 6 y 10 horas se realizaría la reposición completa del, del sistema energético. Han empezado, además, como conocemos los protocolos, pues a, han empezado como tiene que ser, desde la hidráulica, conectando pequeñas cargas, priorizando primero las, las cargas、eh, más importantes, las cargas críticas del sistema, y poco a poco han ido volviendo a construir、eh, ese puzzle tan complejo y preciso que es el sistema、eh, eléctrico español. Pero por ahora, Todo está pasando según、eh, los, los protocolos, según la, lo que anunciaba Red Eléctrica, y todo apunta a que、mmm, al final del, del día tendremos el sistema eléctrico, pues, si no al 100%, al 99% repuesto. Lo está contando Marcial González, doctor en ingeniería eléctrica por la Universidad Carlos III de Madrid. Tengo una última cuestión para usted, Marcial. Nos decía que en Canarias y en otras islas,、eh, como en Baleares, se habían librado, pero de este, no de otro. Sí que ha habido cero absoluto en,、eh, en las islas en otras fechas. Pero、eh, eso se debe a ese sistema tan particular, ¿no? el de las islas, el de la autogeneración y el de estar desconectados digamos, del sistema general como、eh, está la península. Sí, generalmente los sistemas aislados, las islas energéticas, son sistemas. Eh, más débiles.、Eh, justamente débil es es la palabra que se, que se utiliza. Los sistemas más interconectados, más grandes, más continentales son sistemas más robustos donde los fallos son mucho más improbables. Hoy ha pasado, pero bueno, no deja de ser muy improbable que esto suceda.、Eh, las islas Canarias, tanto Canarias como, como Baleares, pues por su particularidad insular, tienen sistemas eléctricos aislados, valga la redundancia,、eh, que hacen, los hacen más vulnerables ante, ante posibles fallos. Marcial González, doctor en ingeniería eléctrica, Universidad Carlos III. Gracias y buenas noches. Gracias, Marcial. Muchas gracias a ustedes. Noche cerrada, ya, Noche cerrada Lourdes. sea... Ahora sí, ¿eh? ahora es cuando.、Mmm... Peor se pone la cosa si no hay electricidad, pero es que empieza a verla. ¿eh? Y me cuentan que、eh, en Móstoles, por ejemplo, la energía、eh, y la luz eléctrica se e s t á recibiendo con aplausos. Ah, sí.、Eh, horas después de lo que venimos contando desde esta mañana a las 10. Eh, la gente aplaude cuando llega la luz、eh, a la ciudad de Cartagena. También empieza a llegar el flujo eléctrico. Me lo cuenta mi propia familia. Pues están todos conectados. Hoy、eh, sí, hoy la radio triunfa.、Eh, compañeros desde luego. De, de las tardes, se hizo la luz en las rozas. Y aquí todos.、Mm. Eh, claro, la odisea de llegar a casa a un、mm. compañero que vive en Alcalá. Avisa cuando llegues. Que bueno, que tardará todavía un tiempo. En、mm. fin. Ahora hay una caravana de coches en las carreteras. También hay una caravana de personas que están tratando de llegar a sus casas. De volver desde sus trabajos o algunos, como ha ocurrido aquí en la redacción, de llegar. Pero seguimos atentos a lo que pasa también en、eh, los trenes y en、eh, todo tipo de vehículos donde haya alguien atrapado. Daniel Hernández, ¿nos traes alguna novedad más? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues a esta hora Renfe ya tira la toalla con l o s cercanías, también lo hace Adif, el gestor ferroviario.、Eh, se ha dicho durante la t a r d e Que no se preveía la recuperación de la circulación de trenes de media y larga distancia, l o s cercanías se dejaban en el aire, pero lo que dice Renfe ahora es que hoy no se va a recuperar la circulación de, de esos trenes. Nos recordaba antes que、eh, cuando se recupere, que ya será, esperemos que mañana, pues se permitirá el libre acceso a los viajeros cuando,、eh, cuando eso suceda. No será preciso adquirir billetes, recuerda Renfe, aunque se producirán controles de acceso. y recordamos, horas desde las 21 horas, Los viajeros que necesiten pernoctar en las estaciones de Atocha y Chamartín en Madrid, s a n t s e en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Málaga, pues、eh, lo pueden hacer, lo permite Adif. Gracias, Daniel Hernández. Estamos con Nacho Monrabal, que nos cuenta el caso de Sonia, que había planeado hoy volver de Madrid a Cataluña, pero no puede ser. Con ella está nuestro compañero Nacho. Bueno, Sonia, en tu caso tenías un vuelo programado para esta tarde-noche para volver a Barcelona, pero sigues aquí en Madrid. ¿Por qué no has ido al aeropuerto? Exacto, sí, no, no, no he conseguido ir al aeropuerto porque, como a las, bueno, no sé si ha sido a la una o así, he recibido una notificación de que se había apagado la luz en toda España.、Eh, y bueno, tenía las maletas en un locker de que son electrónicos y por lo tanto, bueno, pues、eh, estaba la maleta aquí dentro y no conseguí ir al aeropuerto por no dejar la maleta y n e a mi casa, que es donde me iba. Y claro, entiendo que para esta noche, claro, tú ya no tenías hotel aquí en Madrid. ¿Qué, es, qué, ¿Qué vas a hacer esta noche? Bueno, pues en principio estábamos esperando a ver si conseguimos las maletas y pues intentar ir a algún hotel, a ver si conseguimos alguna habitación o directamente ir al aeropuerto, porque no sé tampoco en qué situación está el tema de los aviones, si podemos ir, reclamar, si ha salido nuestro vuelo, si se ha retrasado, simplemente y lo podemos coger a medianoche o si saldrá mañana o si nos dan alguna solución. O sea que cuando tengamos la maleta y tengamos acceso a. A noticias, pues intentaremos ver y si no, pues cerca del aeropuerto, intentar coger algún hotel o algo así. Tampoco sé si el metro funcionará de manera normal, claro. Claro, por ahora el metro no funciona. Lo que estamos contando es que es difícil acceder hasta, hasta el aeropuerto, no hay metro, no hay cercanías. Van los buses de línea o taxi, pero claro, es complicado conseguir un, un, uno de estos transportes. No sé si has contactado con tu hotel, te has quedado estas días a ver si por casualidad no, hubiera. No he conseguido contactar porque es un Airbnb y no he podido contactar telefónicamente con el chico que nos dejó el alojamiento, con lo cual, si no, si hubiéramos hemos intentado, p u e seguramente s igual que nosotros no hemos podido salir, alguna, bueno, las personas que se iban a alojar tampoco habrán podido entrar. O sea que igual les queda alguna habitación libre, pero no, de momento. Esa es otra posibilidad que tenemos, que cuando consigamos contactar con alguien, a ver si el chico pues, consigue bueno, consigo contactar con él y a ver si tiene alguna habitación libre también para poder entrar, porque es un edificio con varios apartamentos, vaya. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Venga, a ti, gracias. Gracias, Nacho. Es tremendo lo que se está viviendo en toda España, ahora que es de noche, ahora que se d e s p l e g a n 30.000 agentes para garantizar la seguridad ciudadana. Con este apagón, el sonido lo decíamos hace un instante, voy a intentar que se escuche.、Eh, nos lo hacían llegar、eh, nuestros compañeros desde Fuencarral, donde volvía la luz y se escuchaba esto: La locura. La locura, los aplausos. Los aplausos. Cuando vuelve la luz, esto sí que me recuerda a, a la d a n a y a esos momentos en los que se iluminaba, por ejemplo, Chiva, y estábamos en directo en ese momento, volvía la luz, y de repente se nos encogía el alma de decir: por fin, ¿no? Por fin. Pues eso está pasando.、Eh, eso decías de dónde era, porque me está mandando también aplausos en, en, en Vallecas. Sí, sí, está,、eh, está pasando por toda España.、Eh, en toda España.、Mm -hmm. Y ya está con nosotros Maite Antona. Maite, ¿cómo has llegado? Buenas noches. Bueno, pues he llegado buenas noches. He llegado como, como si hubiera sido un safari. Primero, quiero decir que en mi calle hemos salido todos a aplaudir cuando la pandemia, cuando ha llegado la luz. Yo enfrente tengo, vive una persona que tiene 99 años, que es mi querida tía Margarita, y estaba pasando un día un poco chungo. y Ya ha visto que ha llegado la luz y tal. He venido, pues yo qué sé, por la ciudad de la imagen, M40. ¿En porque... coche? Sí, sí. Aquí lo damos todo. Yo, por la radio pública, se viene aquí a contar. Hemos dado una vuelta un poquito, hemos hecho unos cuantos kilómetros, que bueno, las petroleras no lo agradecerán por el consumo, pero es que había, había poco tráfico. A ver, os cuento. M30 sigue el,、eh, cortado el túnel. Con lo cual,、eh, que ahora hemos tirado por, por la M40, nos hemos ido hacia la imagen, luego hemos dado la vuelta para llegar aquí a, hasta Pozuelo. Hay parte del barrio de Larganzuela, porque claro, yo he tirado por ahí para llegar hasta la plaza elíptica. Había luz, unos sí y otros no.、Eh, las colas en los autobuses siguen siendo bastante. Hasta ahora, ¿eh? todavía. Hasta ahora, sí. t e n en cuenta que yo, yo vivo en. Entre... t r Es que quien puede ir andando y quien tiene、claro. 20, 30 kilómetros para llegar a casa Claro, llega... claro. Yo he salido porque, a ver, un periodista, ¿dónde va a estar? h O y q u e l i b r a b a Pues en la calle. Y me recordaba mucho cuando volvimos de, de la pandemia, la gente andando por la calle, oyeran razones obvias. La, la ronda de, de Valencia, que yo vivo muy al lado, era una cola increíble de autobuses. Además de estos que son dobles, 34 y 27, todo muy colapsado. Pero he de decir que la gente súper enrollada. O sea, ya sé que Good News en nuestro oficio es no news. Pero hoy cabe la pena contarlo, ¿no? Los, los coches paraban, nos dejaban pasar a. a bueno, él a a venido a un autostop, Carlos. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, mayor ejercicio de solidaridad, <risa> querido. Desde los 90. <risa> en los que tiempos、no、que, que corren, ¿no? ¿eh? Coger a、no, alguien en autostop. En、no、autostop, se han f i a d o es que te queda de buen chico. Bueno, ¿no? Eso, no, eso es, es Carlos, así, es que, ¿cómo no le vas a coger a Carlos? n o p u e s han bajado como 100 coches antes de encontrar uno. ¿En su zona, por lo tanto, a qué hora ha vuelto la luz? Yo te lo digo, exactamente. Cuando tú decías. Hay más temas en, en el día de hoy que eran las 8:40. A eso. En mi casa、hora. se hizo la luz.、Mm. Porque, claro, luego esa es otra. Viva la radio, ¿no? Que hoy es un día de radio、Uf. de transistores y de pilas en mi barrio. Todos los bazares chinos, nadie tenía ya ni una pila ni una radio de aquel l a ¿Ah, s o Así e o Es、bueno. otra cosa que os puedo aportar de bueno, pues de haber estado andando por, por las calles pulsando la el ambiente. Pues recuerden cuando les llamen, dentro de unos meses,、eh, y les digan q u e escuchan, 24 horas y las tardes de Radio Nacional de España. Especial Informativo. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Lourdes Maldonado. Seguimos actualizando. Me, me, me, voy a acostumbrar, me voy a acostumbrar, Lourdes, y a, y a partir de ahora esto va a ser siempre. Seguimos actualizando los datos: Canarias, Baleares, los únicos territorios que se han librado de este apagón masivo, este apagón que por momentos ha afectado a millones y millones de personas en toda España, y a esta hora. Lo peor lo están sufriendo, claro, los que viajaban en tren. Algunos han sido remolcados, otros han sido、eh, rescatados. En palabras del propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que está dando datos puntuales a través de redes sociales, Daniel Hernández, y que ha actualizado、eh, las personas atrapadas, o al menos los trenes que siguen a esta hora bloqueados y con gente en su interior. Sí, lo que dice Óscar Puente, el ministro de Transportes, es que los trenes pendientes de rescate en este momento son. 11. Dice además:、eh, Acabamos de recuperar la luz en el centro de mando de Atocha. Como es un ministro especialmente tuitero,、eh, responde a algunos usuarios que le hacen alguna pregunta. Uno le dice: ¿cómo, puedes, ¿Cómo puede haber 11 trenes aún por rescatar llevando 10 horas allí metidos? Contesta el ministro: Están en lugares de difícil acceso. Otro le pregunta si mañana será posible coger un ave a primera hora. El ministro contesta. Ahora mismo es prematuro dar una respuesta. Las próximas horas son clave. Pero bueno, lo importante ahora es que quedan 11 trenes、eh, por rescatar. Y、eh, suponemos que se irá haciendo más rápido porque acaba de recuperar la luz el centro de mando de Atocha. Bueno, Imaginamos que allí también、mostraría. habrá habido aplausos, seguro. Gracias, Daniel Hernández. Hasta luego, el ministro que está contestando a todo,、eh, a todo lo que se le cuestiona a través de redes sociales. Yo agradezco que ahora Twitter、eh, permita ver los tweets de quien te tiene bloqueado, porque hasta hace poco no podía. En cualquier caso, vamos. Carlos, enseguida estamos pendientes de la sí, comparecencia de Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez va a hablar en unos minutos. Después de ese Consejo de Seguridad Nacional, pero atención, porque esto es información de alcance, el gobierno ha firmado lo que se denomina como Orden de Emergencia de Interés Nacional. A la espera de que hable Pedro Sánchez, avanzamos con Margarita Ñiesta. ¿Qué implicaciones tiene esta novedad? No significa en ningún caso un estado de alarma como en la pandemia, tampoco es, por supuesto, un estado de excepción, pero sí. Este Estado, esta orden de emergencia de interés nacional tiene ciertos extremos que conviene tener en cuenta y que ustedes van a conocer ahora mismo en voz de Margarita i n i e s t a que nos lo va a contar. Margarita, buenas noches. Buenas noches, sí, Carlos. Es la primera vez que se declara en España esta emergencia de interés nacional y esto implica que el Estado asume la gestión de la crisis. En concreto, el ministro del Interior, Fernando Grande m a r l a s k a Esta declaración puede venir por iniciativa propia del Ministerio del Interior o pueden pedirla las comunidades autónomas, como ha sucedido en este Caso. Ya lo han hecho siete: Andalucía, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia, y acaba de hacerlo además Galicia y Castilla-La Mancha. Todas las que lo soliciten dejarán en manos del Estado todos sus recursos estatales, autonómicos y locales. Y en función de la gravedad de la situación, el ministro podrá solicitar la colaboración de las administraciones públicas y de sus recursos, como alargar turnos de policía y guardia civil, con especial incidencia en los turnos de noche. Y este nivel, Carlos, de emergencia contempla también. La movilización del ejército. El nivel 3 está reservado para eventos de gran magnitud y que implican alertas de salud pública o incidentes de seguridad pública, como es el caso, ya que no funcionan los sistemas eléctricos. El ministerio, además, acaba de decir que se trata de un corte de suministro de una magnitud excepcional y extraordinaria, y por tanto, añaden que es algo desconocido en la España moderna. Insisten en que no ha sido posible por el momento determinar las causas y que se trabaja activamente para ello y para. r restablecer también el suministro eléctrico en todo el territorio nacional lo antes posible. Pues estas son las implicaciones de ese、eh, estado, de esa orden de emergencia de interés、eh, nacional. Gracias, Margarita Iñesta. Estamos en directo también.、Eh, En Valencia, porque Luis Vallés, nuestro compañero que ha e s t a desplazado o d hasta allí para contarles el aniversario de la Dana, esos seis meses de, después de la Dana, estás, Luis, creo que precisamente al lado de uno de esos trenes que han quedado parados camino de la estación de Valencia. No sé si en este caso podrá ser remolcado o no. Luis, ¿qué nos cuentas? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pues están en ello.、Eh, lo que nos dicen desde la estación de Valencia, Joaquín Sorolla, es que todavía、eh, están esperando recibir órdenes, pero la Guardia Civil con la que nos hemos encontrado a, a la entrada de donde me encuentro ahora mismo, justo debajo,、eh, en, ese, en ese terraplén, por llamarlo de alguna manera, en esa bajada que hay desde, desde las vías de tren, es bastante amplia.、Eh. Estamos hablando de varios metros hacia abajo.、Eh, han podido des,、eh, evacuar a toda la gente que, que había en ese momento. Afortunadamente, nos dice la Guardia Civil, con los que hemos podido hablar hace unos instantes, ya se h a marchado, que todos los desalojos se han、eh, realizado sin ningún tipo de incidencia, no ha habido que lamentar daños, y luego los、eh, pasajeros y, y el personal también de esos eh, trenes eh, se han desplazado hasta el centro de la ciudad de Valencia en autobuses.、Eh, ya te digo que. Ante esta oscuridad que ahora mismo está invadiendo、eh, el sitio donde me encuentro, solamente está iluminada para que os hagáis una idea y tengáis un poco la foto. El horizonte está iluminado por, por esas luces de dentro del tren y las puertas abiertas y algún miembro de personal que está sentado en, una, en, en la cabeza del vagón,、eh, pues fumando un cigarro o intentando tomar un poco el aire. Se han quedado un poco de vigilancia n o para que el convoy no quedase solo. Antes escuchamos á b a Daniel Hernández. ¿A qué dan 11 convoyes?、Eh, Eh, eh, todavía, bueno, por rescatar、eh, tres de ellos, concretamente están en la vía de Cuenca hacia Valencia. Nos han confirmado a la DIF. Este último está a pocos kilómetros de la estación de Valencia Joaquín Sorolla y quedan otros dos más entre Cuenca y Valencia. Es lo que nos dice、eh, desde el administrador de infraestructuras ferroviarias. Así que ahora mismo en el horizonte tengo para que os hagáis la idea. Esa concatenación de vagones con las luces encendidas, afortunadamente, como decíamos, para contar buenas noticias, todos los pasajeros y el personal que iba en ese tren han sido desalojados sin ningún incidente y ahora mismo están pensando cómo remolcan ese tren de nuevo hasta la estación de Valencia, Joaquín s o r o l l a Vaya imagen, Lourdes, ¿eh? Va un tren parado en medio de, de la noche、eh, y sin pasajeros. Sin pasajeros. Sin...、Eh, Luis,、eh, ahí en esa estación de Joaquín Sorolla, ¿alguien va a pasar la noche? Hay、pues、gente、sí. los、eh, bancos, es... tumbada con mantas. Más、Justamente, allá de esas. Antes, ¿sí? antes, antes de venirnos aquí, porque claro, hemos ido、eh, para contarlo todo, porque así en la radio se sabe, porque claro, ya estamos en los sitios, pero hemos ido, gracias a Blas, que es el conductor que hoy me lleva, nos hemos metido por los caminos de Dios, porque claro, el tren estaba parando en un lugar indeterminado、yeah. entre Paradecuar, Torrente y Valencia. Entonces, más o menos hemos ido ubicando. Eh, Dónde estaba ese convoy y por, por un camino rural hemos conseguido llegar hasta ese punto. ¿no? Eso por un lado, hemos dejado atrás la estación de Valencia Joaquín Sorolla. La gente, justo cuando nos íbamos, estaba metiéndose dentro de la estación porque acababa de llegar los, acababan de llegar los miembros de Cruz Roja para repartir、ah. mantas y víveres、uh -huh. para que la gente pase la noche. Han abierto el hall entero para toda esa gente que, que tenga que coger los trenes mañana, esperemos que sea así, pero para pasar la noche. justamente llegaba Cruz Roja p a r a r e p a r t i r esas mantas, esos víveres para la gente que t e n í a que d e s g l a s a r ¿Y qué habría? ¿qué habría? La, la、eh, ¿Decenas de personas?、Eh, cien... sí, sí, sí, sí, sí. hablamos de, de, de centenares de personas.、Uh -huh. ¿eh? Estaba la estación bastante llena, el hall、eh, completamente lleno. Estaban dejando solamente pasar para poder cargar los móviles e ir al baño, pero el hall estaba completamente lleno. Hemos visto a uno y otro lado, lo contamos a, a las ocho, a, a madres con niños durmiendo, las maletas hacinadas a un lado y a otro. Es verdad que se ha levantado el aplauso cuando. Ha, ha vuelto la luz y, y la gente ha podido cargar sus、eh, terminales para poder comunicarse con sus familiares, los que tenían la suerte de tener cobertura.、Eh, pero sí, sí, la, la, la estación está totalmente abarrotada de gente. Y me temo que mañana, a partir de las 6 menos 10, va a comenzar la venta de billetes. Y eso me temo que va a ser un punto caliente mañana mismo, porque va a haber mucha gente. Hay mucha gente que tiene los vuelos reservados para mañana, tiene conexiones con, con, otras,、eh, con otros viajes para ir a otros puntos de España. Con lo cual, mañana se espera una mañana que. Otro día、mm, sí, complicado. e s o e s en la estación、eh, de Valencia, Joaquín Sorolla. Y la imagen que os digo ahora mismo, este tren parado, es,、eh, la imagen del día es como que todo ha ido a cero, todo ha ido a negativo. Y aquí, pues bueno, por un instante se ha parado el tiempo. Esperemos que no por mucho tiempo más. Se ha parado el tiempo en ese tren. Gracias, Luis Vallés, por buscar esa imagen sonora, la noticia de ese tren detenido. Estamos en comunicación. Cualquier cosa nos vuelves a pedir paso. Hasta luego. Adiós, Luis.、Eh, Maite, ¿qué imágenes, qué cosas、eh, ocurren que pensábamos que eran imposibles, pero que poco a poco Pues van sucediendo? Se van sucediendo imposibles. Y los vamos contando la radio como podemos, porque hoy lo imposible y lo que parece a todas luces imposible y lo que todo el mundo ha buscado es la radio pública, precisamente porque es imposible que esta radio pública se calle, que se apague. Pero hoy ha habido momentos en los que、eh, esta radio pública también se ha ido. Ocho a, minutos ocho exactamente minutos. que se nos han hecho eternos. Me han parecido horas. Sí, es verdad. Y carrera、Ocho、para arriba, carrera silencio, para, para abajo. Hemos intentado es que ir a la, la unidad, móvil. unidad móvil. Eso también es noticia, ¿no? e s es, es, his es, es histórico porque el silencio de la radio. Bueno, había quien lo sabía manejar muy bien, como el loco. Como se me acaba de ocurrir、mm. esos silencios. ¿No te i m a g i n e s la de gente que ha corrido por todos los pasillos, la de <ríe> unidades móviles poner, arrancadas, cables por todas partes, para intentando recuperar. Intentando lo imposible. imposible、eh, cara, era, era, la lo, comunicación con el oyente era algo que. que Que, que no concebíamos. s、sí, i yo ahora cuando estaba escuchando a mi querido Luis, que sabes que le tengo yo mucho、mm. cariño, es que hemos tenido algunas guardias en sanidad juntos y tal, he pensado también en las personas con discapacidad, ¿no? Imaginaros si ya es complicado para alguien que te rescate, porque yo tengo un amigo que iba camino de Murcia, no he podido volverme a, co a conectar con él, pero le iban a sacar de un tren que estaba en medio de la nada. Mi amigo es d i a g o que se, se maneja muy bien, pero claro, imaginaos r en esas personas que también tienen necesidades especiales. Es decir, si el día para nosotros está entre la taquicardia continua de vosotros corriendo porque hay ocho minutos que, que no, no se puede ayudar, no se puede contar, imaginaos r las personas o las personas mayores que viajan solas o quizá algún niño que iba a ver,、eh, el día está siendo absolutamente. Estresante, no no me extraña que haya escuchado por ahí muchísimos casos de ansiedad, ¿no? O sea, es algo que con la salud mental, que todavía no nos hemos recuperado, todavía sí, de esto, la g a n a estamos tan,、eh, experiencias... tan frágiles, somos、oh, tan frágiles. ¿Os acordáis durante la... durante la pandemia y el encierro que.? Eh, cuando pasaron los días, se empezaron a escuchar los pájaros en la ciudad、sí. y empezaron los animales casi c a s i a tomar la ciudad. Pues nos cuentan compañeros que están en el centro de Madrid y que se ven las estrellas, algo que también es、eh, casi casi. Claro, in, sin contaminación lumínica. Sí, sí, porque mira, aquí en el g u a s a u n a Mica, que vive la calle Narváez, vamos, el, premio, el, el, el barrio de, de Salamanca, todavía no tiene ni luz. O sea que la luz todavía en todas las zonas no ha llegado. O sea que sin farolas. Podemos ver las estrellas.、Eh, mm. Sí, es verdad que es lo que hemos comentado: o ¿no? n、eh, situaciones que no habíamos vivido antes,、mm. la pandemia,、eh, Filomena. Filomena ¿no? eh, mm, Nos ponen a, al límite porque vemos que no controlamos lo que está pasando, no, que、frágiles. necesitamos respuestas. Y en la era de la inmediatez, en este caso, en este fallo、eh, sistémico, pues、eh, dar con la causa n e c e s i t a los tiempos. Nos lo han dicho los expertos a lo、sí, largo sí. de toda la tarde. Y es verdad que, que nos pone a prueba. Y decías tú, hablabas de la salud mental. Hoy ha habido muchos ataques de ansiedad,、eh, mucha inquietud por no poder. Comunicarte con tus hijos, comunicarte con tus padres. Yo al final, porque de forma indirecta, utilizando otros teléfonos, pero lo cierto es que eso ha creado mucha, mucha. h o r los niños al、sí. cole, a la guardería, los chiquitines, que no sabían si habían podido comer o no, porque resulta que la vitrocerámica, claro, era de, de la luz, eso me la contó a mi vecina del primero, que iba a por su h i j o e s t o v o l v e r a c o m p a. r r t i a Los g u n vecinos se han conocido hasta hoy, ¿eh? se han empezado a bueno, cruzar, y a contar,、eh, a cruzar eh, ese umbral. Bueno, ya les c o n t a r una cosa: yo tengo gas en mi cocina. Thank、you La mayoría de mi casa tiene vitroeléctrica. Bueno, pues ma manías mías.、Eh, dos vecinas han venido a hacer la cena a mi casa antes de venirme aquí porque, oye, tenían niños y yo he ofrecido, pues, como un comedor、eh, pero es muy público. Bonito, ¿no? Sí, ha、claro. estado muy bien. La verdad、mm. es que además me enseñó una receta estupenda. Ya habéis, habéis preparado ya. No, que... Yo no la preparé, todavía de... estábamos、ah. con la luz de las velas. Danos、eh. un poco、Imaginar、de dinero a Carlos. Ya... No os cuento, ella estaba haciendo una pasta、eh, al pesto, pero me ha enseñado un truco que e s echas un bric. Pequeñito de nata, está buenísimo. Me ha venido a mi hijo, el pequeño, por supuesto, a probar. Me ha dicho, mamá, a partir de ahora, o sea, que el día que se nos fue la luz, yo recuperé la receta de pesto con nata. Has visto, Carlos Ángela, <ríe> ¿eh? Apuntado,、apuntatela. muy fino, ¿eh? Porque te lo <risa> suaviza estupendo el pesto. Y、eh, lo que quería preguntaros también, compañeras, es: ¿vosotras habéis. ¿Tenéis ese cajón donde hay una linterna? Donde hay, ¿O esa mochila donde hay una linterna? Yo linterna sí que tengo y velas. Soy muy de velas, pero es verdad que también cuidado con las velas. e h Cuidado con las velas, porque, pero me encanta el tema de las velas aromáticas. Velas en mi casa hay. A o s c u r a s no vamos a estar esta noche. Y sí, sí, linternas mía, también. En la mía, bueno, también, aunque ya llegó la luz, ¿no? Pero. Ofrecía yo las velas sí, a, a, a mi vecina y me decía: Ya, si te puedo yo subir a ti, tenemos aromáticas y tal. Y sí, pero ya os digo: Lo más importante a mí, lo que más me ha llegado, es que cuando he llegado a casa, mi hijo que tiene 22 años estaba con la radio, he dicho. Mamá, ¿qué? porque yo. Pero tengo... qué maravilla. Sí, porque ha dicho, es, el, es, es que es la única forma de que nos informemos, y menos mal que teníamos pilas, que las hemos sacado, las hemos colocado, entonces íbamos con el transistor este de toda la vida, con la antena, así cuadrícula por la radio, por todas visto que las bien casas. Sí, con la antena, ¿eh? ¿Funciona? a to... encendida? ¿Cuándo、sí. funciona? Cuando funciona, pero a bueno, vosotros、eh... yo no os he dejado de escuchar. La radio esos ocho minutos.、Eh. Sí, sí, como la casa encendida. Eh, bueno, eh, hablábamos de radio a pilas y iluminación con velas y en muchas、eh, iglesias hoy han oficiado sí,、eh, las, las misas、eh, con velas. Aunque se está rezando por el Papa, ¿no? Que Se está rezando todavía misas por el Papa. Fíjate、Toda、que pensábamos、novenas. que íbamos a seguir hoy con el tema del cónclave y bueno, casi, de, casi de pasada, e h que ya hay fecha para el cónclave. Cónclave el 7 de mayo, de mayo, si no me equivoco. Sí, sí. La semana que viene. Pero esa es otra estación. Esa es otra historia. Esta, esa es otra, esa es otra, es otra historia.、Me、de momento. Que queda muchísimo para que、sí. estemos en Roma contando ese cónclave, porque lo que estamos contando hoy es bien fuerte. El presidente del gobierno va a comparecer en unos minutos y decíamos que hay unas 30.000 personas que se han visto afectadas por esos rescates, atrapadas en, en, en, en trenes. Vamos a estar también en el aeropuerto de Madrid, Barajas, porque está nuestro compañero Íñigo Tobes. Mucha gente se ha quedado en tierra, sigue en tierra, buscando esta hora a l t e r n a Y más a la distancia que está el, aeropu aeropu el aeropuerto de Barajas. Íñigo, adelante, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? A esta hora, uno de los retos principales aquí es reubicar a viajeros que han perdido sus vuelos, que han llegado tarde a Barajas por culpa del colapso en el tráfico o que no han alcanzado sus conexiones porque su viaje anterior venía con demora. De hecho, la fila más importante que podemos ver es la de atención al cliente, unos 200 metros de fila de personas que esperan en busca de una solución, aunque muchas de ellas nos dicen ya han perdido la esperanza después de muchas horas. Lo que han estado comentando que es bastante difícil salir del aeropuerto por el tema de que los taxis están a full, los trenes no están funcionando. Así que mi plan p u e será s acampar aquí en el aeropuerto porque en otro sitio tampoco puedo ir. De hecho, ya hemos visto algún escorzo imposible para dormir sobre maletas que improvisan una cama o mochilas que hacen de almohada porque h a s t a a hora ya son muchas las personas que intentan descansar como sea y donde sea aquí en el aeropuerto de Barajas. Gracias, Íñigo Tobes. s es que hoy hay gente Pasándolo mal、eh, y muy mal, algunos, porque nos lo decía hace un momento Maite, las personas、eh, invidentes pierden también.、Eh, pues, y, ¿En el sentido y, de, de dónde están, de,、uh -huh. de la ubicación. Porque si c a l l a todo, si c a l la la televisión, si c a l l a n todos los elementos de la casa, eh, pues eh, se puede producir también ese, ese riesgo, ¿no? Sí, sí, claro, yo los tengo muy presentes, ¿no? A, a mis compañeros y, y ellos. Son todavía más vulnerables. Es como cuando en el metro no, no podían escuchar las estaciones porque ellos se ubican muy bien, pero en un momento de esto, si viajan solo, Hasta que alguien se da cuenta que no les puede ayudar o que no les puede decir lo que está pasando, pues yo he pensado en mi compañero, ¿no? en, en David, que, que, bueno, que él es súper resuelto. ¿Y qué te, ha contado, persona, qué te ha contado David? Sí,、si、es que no podía hablar con David, o sea, simplemente. A... Mira, porque nos lo podía contar, si tiene su teléfono, pues, pues no se es que intenta le, llamarle. Le estoy escribiendo、ah. para ver por qué él es oyente. s oyente vuestro de casi todas las noches, y más cuando va la pesada de su amiga Maite, que yo le digo que estoy hoy.、Eh, así sumamos uno, uno, uno más. Y no, no he podido contactar con él porque es un compañero periodista. Él iba porque allí se está en Murcia, era, un, era el congreso de Cepes. Y él iba a cubrir porque él es del área de economía. Y él, he visto lo que ha puesto, que, que, que estaba a camino y que le iban a rescatar. Pero yo lo que sí confío, y mi experiencia siempre que pasa algo son. Eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se s e g u r ó que la Guardia Civil ha hecho un trabajo maravilloso, como en la pandemia, como lo hicieron todos los cuerpos, ¿no? Es verdad que, que en situaciones así tan extraordinarias, tan extremas, nos acordamos de, de las personas más vulnerables, de, de, de tu amigo, de las personas mayores.、Sí. Y, y ese momento ha sido un momento también luminoso,、eh, Carlos, que hemos compartido, porque a la hora en la que muchos padres y madres iban a buscar a sus hijos que estaban、eh, atrapados en la ratonera del atasco, hemos、eh, comentado, ¿verdad, Carlos?, que、mm. no sé en qué comunidad exactamente, que decían que tranquilidad, que los colegios iban a estar abiertos hasta que quedara el último niño por recoger. Padres y madres que estaban escuchándonos, seguramente, tranquilidad, porque habrán estado horas atrapados en,、sí. la, en, en la carretera.、Eh, y es verdad que, que esos momentos,、eh, padres y madres de niños pequeños,、eh, crean mucha ansiedad, mucha inquietud. Y yo creo que、eh, en este día todos hemos respirado profundo、eh, pensando en los nuestros, pensando en esa incomunicación y, y luego el miedo de: ¿pero esto qué es? Lo que hablábamos de la pandemia, sí, sí. ¿esto qué es? s q u e no、vez. lo hemos vivido、sí. antes? ¿De d dónde e、sí. viene esto? o dónde viene esto? Todo、sí. eso y todo ese miedo rompía también y esa sensación de angustia que hemos pasado durante、mm, eh, todas estas horas y seguimos pasando porque hay sitios que van a estar a oscuras toda la noche, hay gente que va a dormir fuera de sus casas, hay cantidad de casuísticas, problemas de viaje,、eh, vacaciones frustradas. Es decir, es enorme y casi casi incontable la cantidad de problemas que están teniendo hoy los españoles que nos están. Escuchando desde los coches o desde los transistores, que no es de extrañar que cuando vuelva la luz、eh, se nos pusiera todos esa cara, ¿verdad? Como se nos ha puesto aquí esta tarde y que se produjeran estas escenas de júbilo cuando de repente volvía la electricidad a esas horas. Ponla, ponla otra vez. Sí. <risa> es que es emocionante. Sí. <risa> Es emocionante. Es emocionante escucharlo. Es emocionante. Y es una de las sensaciones que nos hace,、eh, pues, de alguna forma, soltar todo lo que llevamos acumulado a lo largo del día. Está en comunicación con 24 Horas y las Tardes de Radio Nacional de España, con Lourdes Maldonado, con Maite Antona, comentando todo lo que está pasando esta noche. Está, como digo, en directo, Valentín Rodil, psicólogo experto en atención de crisis y duelos. Valentín, psicólogo, ¿cómo está? Buenas noches.、Eh, hola, buenas noches. En este caso pues, sí, sí. estamos hablando de atención de crisis, de cómo sobrellevar lo que está pasando. Cuéntenos y denos las claves porque está,、mmm, iba a decir media España, pero igual、eh, toda España escuchándole. Bueno, afortunadamente, afortunadamente tenemos la radio y esto, la última vez que hablamos, que fue cuando la Dana de Valencia, teníamos sí, que sí. decir lo mismo.、Sí. Afortunadamente tenemos la radio y esto también te dije en ese momento que no era peloteo. Porque lo que consuela estar escuchando las noticias, la, una voz que está ahí, ¿no? y de hecho aquí,、eh, en por todos los lados, se han agotado los transistores, se han agotado las pilas, se han agotado los transistores a pilas que no había.、Eh, y entonces, bueno, pues quiero decir que, que es, es verdad que una de, los, de las cosas que más ayuda es encontrar algo familiar, ¿verdad? Algo, algo que todavía te familiarice con la situación, porque la situación es extraordinaria. Claro. Qué lástima, hemos perdido la, la comunicación con Valentín Rodil, psicólogo experto en atención de crisis, que nos decía que lo que daba cierta tranquilidad es escuchar una voz, es escuchar cierta normalidad y más si estamos contando. Decía que bueno, menos mal que está la r a d i o Que todo transcurre con, con cierta no normalidad porque esto no es normal y la gente se puede enfurecer cuando le digamos que esto es normal, llevar todo el día sin electricidad, pero sí que el protocolo de recuperación de la situación está dentro del. ...de Lo explicable y de lo normal. Vamos a intentar recuperarle a Valentín, pero si te parece, Carlos, de momento ya está aquí Daniel Hernández dispuesto、sí. a actualizar la información, nuevos datos de red eléctrica. n u e v o s datos de red、dedos. eléctrica sí son de las 10 de la noche, pero los acaban de pasar. El 43,28% de la demanda energética está siendo atendida. Son 11.899 megavatios. Hay que tener en cuenta que la demanda poco a poco irá bajando, evidentemente, conforme vaya avanzando la noche. Eso ayuda, pero en todo caso, ahora mismo el 43% de la demanda energética está siendo atendida. Restablecidas 421 subestaciones de las 680 que hay, es el 62%. Son datos de las 10 de la noche que acaba de actualizar el Ministerio de Transición. Ecológica, eh, son datos de red eléctrica.、Uh -huh. O sea que nos acercamos poco a poco, Daniel, a que la mitad de España tenga electricidad. Nos vamos acercando a esa cifra del 50%. Nos vamos acercando a la, a la mitad de la demanda energética que se,、uh -huh. que se pide ahora. Evidentemente, algunas zonas pues, ahora mismo nos estarán escuchando y dirán: A mí no me llega, todavía no no, me llega nada. Todavía bueno, no he dado el aplausito. Estamos en el, estamos en el 40%.、Eh, a las 20, 35, que era la última actualización, estábamos en el 35%、bueno. en este tiempo. Hemos pasado del 35 al 43. La cosa va lenta, pero va marchando. Bueno, sobre zonas,、eh, no hay detalles, lo hemos ido contando.、Eh, prácticamente en toda España ya se está restableciendo el, el suministro a diferente, a diferente ritmo, pero bueno, todavía mucho, mucho margen de, de mejora.、Eh, uh -huh. Maite. Sí, pero fíjate, decía ahora,、eh, qué pena, el psicólogo, a ver si le recuperamos, que es también la información, pero la compañía. Quiero decir, es que eh, eh, la radio entra en tu casa de una manera más íntima porque te la llevas a todos los sitios y toda esa gente que, que por desgracia, vive sola. n ¿no? Otro o tema de la s o l e d a d no deseada que nos ha, nos ha golpeado tanto después de, de la pandemia o cuando golpeó también cuando la gran nevada en Madrid, la Filomena, que estabas ahí. Toda esa gente, yo creo que, que la radio tiene un efecto. De compañía. Y hoy no se van a ir solos a la cama, desde、claro. luego, que estamos con ellos. Claro,、eh, siempre en compañía con, con todos. Ojalá, ojalá podamos preguntarle y de cara a esas personas que están solas o están asustadas en esta noche. Igual、si、vamos... no les consuelo, claro. ¿verdad? Pues、eh, va a estar con nosotros seguro en unos momentos, porque están los, nuestros compañeros de producción,、eh, Borja, Beatriz, están、eh, tratando de comunicar con ellos. Pero la Casa Real también está pendiente de todo lo que pasa, la familia Real pendiente、sí. de la situación. El Rey ha hablado con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, para interesarse por esos trabajos que se están llevando a cabo a, a esta hora y que han permitido que el 43% de la demanda se haya recuperado en últimos datos de Daniel Hernández, que nos han dado hace unos segundos. Estamos con Lucía Yes. Este, Nuestra corresponsal para la Casa Real, Lucía, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues en, aquí estamos, en, recién recuperada la luz y el teléfono en esta zona norte de Madrid, y ya hemos podido、eh, hablar pues, con、eh, los compañeros de Zarzuela, que son los que nos han dicho que, obviamente, el Rey y el presidente del Gobierno han mantenido contacto permanente desde el inicio de, del apagón, desde, desde este mediodía. Eh, pues, eh, además, eh, también se ha mantenido la agenda por parte del de Rey. Y que tenía, bueno, por la mañana hemos informado incluso de esa, esa cumbre de inversores en Madrid que ha inaugurado precisamente Felipe Sesto con total normalidad a las 10 de la mañana. Pero después tenía citas en el Palacio de la Zarzuela, entre otros con el presidente de Ecuador, Novoa, que estaba hoy de visita oficial en Madrid y esa reunión se ha celebrado con normalidad, nos dicen desde Zarzuela. Pero todavía no se han、eh, distribuido imágenes por las dificultades, nos dicen, de los medios para llegar hoy al Palacio de la Zarzuela. Eh, tenemos otra duda,、eh, Carlos, que la estamos preguntando a esta hora. Todavía no se ha decidido si mañana los reyes van a mantener esa visita que tenían previsto a Jaén por el aniversario de la fundación de la ciudad. Como ciudad, h a creo e c que era el 1200 aniversario, creo recordar, iban a hacer una visita、eh, por toda la ciudad mañana. Los reyes, Felipe Sesto y Leticia, pero nos dicen desde Zarzuela que a e s t a Ahora van a seguir viendo que todavía no, no lo han decidido. Será complicado porque, además, Congreso Senado han suspendido toda actividad por la dificultad que puedan tener precisamente los senadores ¿no? para, para desplazarse hasta allí. Sí, será.、Eh, vamos, yo cuento casi con total seguridad que、eh, se, se pospondrá, pero claro,、mm, ahí hasta es que que、no、tengamos, todo está preparado.、Eh, claro. claro, no tenemos la, la confirmación. Y efectivamente, si ya se recupera、eh, todo, toda la luz y tal, pues un viaje a Jaén tampoco es muy, muy complicado. Y si todo está allí organizado con muchísimo tiempo, como te puedes imaginar, Carlos, como pueden imaginar nuestros oyentes, este tipo de visitas de los reyes. A, a una ciudad pues,、eh, que no es habitual que visiten, pues bueno, pues a lo mejor van a intentar por todos los medios mantenerla, pero yo creo que va a ser、mmm, difícil. Pero como digo, todavía no tenemos confirmación. Pues、eh, cuando la tengamos, Lucía y Este lo contarás aquí en la radio pública, como siempre. Gracias, hasta luego. Gracias, Lucía. A vosotros, Adiós, hasta luego. Lucía. Luego a vosotros, que... Un saludo. Adiós, el presidente de Ecuador no va a olvidar su visita a España. ¿eh? Desde luego, 10 y 32, 9 y 32 en Canarias. Especial、e、Informativo. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Lourdes Maldonado. Y aquí seguimos en directo todo el tiempo que haga falta. Vamos a sumar a esta mesa de análisis hoy muy especial, muy particular. Con Lourdes Maldonado, con las tardes ya en la noche, las tardes en 24 horas en tiempo de análisis, con Maite Antona y está al teléfono también nuestro analista, Antonio, José Antonio Piñero. ¿Qué tal, Piñe? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Buenas Más vale noches. tarde que nunca en este <ríe> sí, caso. desde luego. Y también nuestro analista de seguridad, Manuel Gazapo. Manuel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Un placer estar conectados a través de la radio, a través de Radio Nacional de España. Manuel, me acuerdo que hace como 10 años, si no más,、eh, participé en un congreso contigo, al que me llamaste y me dijiste. Quiero que vengas a hablar de la importancia de Radio Exterior de España y de la onda corta.、Eh, y yo dije, encantado de hacerlo. En un congreso de terrorismo, en un congreso donde se hablaba de la seguridad y de cómo somos vulnerables ante、eh, amenazas o ante dependencias, como en este caso la eléctrica. Y en aquel congreso hablamos de. Bueno, c o m o la radio a través de la onda corta, cuando ya no había internet, cuando no había electricidad, cuando no había nada de nada, la onda corta todavía tenía una oportunidad y llegaba a todos los rincones. n o Y hoy me he acordado mucho de eso,、eh, Manuel. Así,、ah, recuerdo perfectamente ese congreso sobre ciudad, seguridad y terrorismo que se desarrolló en una universidad pública, la Universidad Politécnica de Madrid, donde hablábamos, como tú bien apuntabas ahora, ¿no? las vulnerabilidades, las hiperdependencias que tenemos de las nuevas tecnologías, de Internet y de un elemento básico como es la luz. ¿no? Un Estado-nación, una democracia asentada, un gran actor geopolítico e importante miembro de la Unión Europea, como es España, pues a, ra a raíz de un apagón, que no sabemos muy bien a estas horas cuál es la causa, cuál es el motivo oficial,、eh, se han barajado Diferentes hipótesis, como habéis explicado,、eh, y sin embargo, uno de los elementos que mantiene Con tranquilidad, con cierto sosiego a toda la población, es la información que se traslada a través de la radio. Y una vez más, esa onda corta、eh, se, se demuestra importante, necesaria e indiscutiblemente estratégica para poder trasladar calma, información y datos verificados como se hace desde Radio Nacional de España. José Antonio, y luego si quieres, Manuel, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Nos contaba antes、eh, Maite su experiencia, no sé dónde, dónde os cogemos,、eh, se ha hecho ya l a Luz En vuestras respectivas viviendas? Yo estoy en el distrito de, de Chamartín. Justo cuando estábamos、eh, probando la línea que se ha ido cayendo en varias ocasiones, es cuando ha vuelto la luz y, y, y ha, ha s u resurgido g i d o ha r ese ambiente de fiesta y de goles que había en, en toda la calle, n o de que por fin luz. Y, y la verdad es que yo estaba escuchando toda vuestra emisión todo el tiempo con varias,、eh, con, con varias rabias contenidas como periodista radiofónico. Y es que,、eh, en primer lugar, era completamente imposible、eh, contactar por teléfono con nadie desde casa. Qué impotencia、eh, era. Y es increíble la dependencia que, que, que hay ahora de estas líneas、eh, de telefonía móvil, que ni siquiera en la línea de telefonía terrestre habitual, n o ahora con esto de la fibra óptica, pues se conectaba a ninguna parte. n o Así que cuando. A, a, a, No había vuelto la luz, pero ha vuelto la telefonía. Te puedes imaginar la avalancha de mensajes y de, y de llamadas telefónicas que tienes, no No solamente de trabajo y vuestras entre ellas、eh, para confirmar si iba o no a Prado del Rey,、eh, sino también de la familia, n o porque claro, claro.、Eh, hay muchas zonas de España, yo tengo familia en Baleares que, que, que no entendía muy bien qué pasaba en la península, n o porque ellos no t e n í a n ningún problema. n o Y luego repasando, lo, lo, lo cuento rápido porque le habrá pasado a mucha gente, no he tenido ninguna intendencia importante, n o、eh, por fortuna,、eh, pero te das cuenta Bella, de cosas de dependencia que te hacen、eh, tener una. Comodidad en tu vida. La primera, el poder coger el coche, porque habría ido a Prado del Rey. Pero es que nuestra puerta de, del garaje es electrónica, es eléctrica. Así que no ha habido forma humana de abrir esa puerta y están todos los coches atrapados dentro del edificio.、Eh, y, la, y, y, y posiblemente la más importante en mi caso, que sabéis que, que, que no estoy hecho una sílfide, que nadie sonría en el control de Radio Nacional de España,、eh, subir hasta mi planta, que yo vivo en un séptimo, es muy interesante. Es decir, me, me he tenido que pensar. pensar Mucho bajar y subir de casa、eh, para hacer algún tipo de compra, si era viable, no O s sea, e Así que yo quiero pensar que estos son, como digo, anécdotas. En mi caso,、eh, la dependencia que tenemos para, para personas que han estado en casa, como habéis contado toda la tarde, eh, con, con eh, por ejemplo, con respiradores en casa, no、eh, es decir, una serie de, de, de auténticas dificultades que todos tenemos en el día a día,、eh, que sin luz. Es que es como,、eh, es un, más que una materia prima, es un bien de primera necesidad. O sea, no podemos estar sin luz.、Uh -huh. Aguardo un momento, Manu, porque veo que entra Daniel Hernández por la puerta, que nos trae novedades en torno a red eléctrica. No sé si habremos alcanzado ya el 50% de la recuperación de la demanda, pero Daniel, ¿qué nos traes? ¿Qué nos cuentas? Bueno, en realidad es una especie de、eh, explicación que está empezando a dar、eh, el Ejecutivo. Son fuentes del ejecu Ejecutivo del Gobierno de España y dice que a las 12 y 33, durante. 5 segundos, 15 gigavatios de energía que estaban en el sistema han desaparecido. Esto equivale al 60% de la energía que se estaba consumiendo en España en ese momento. Y añaden esas fuentes que esto es extremadamente inusual. Es evidente, lo estamos viendo por el apagón que hemos sufrido a, a nivel peninsular, que esto no pasa todos los días, pero、eh, se están empezando a dar estas cifras. En 5 segundos han desaparecido 15 gigavatios de energía. Eso equivale al 60% de la energía que se estaba consumiendo en España. Bueno,、eh... No sé si Manuel Gazapo, como experto en seguridad, y te interrumpiré en cuanto empiece a hablar el presidente del gobierno, pero、eh, ¿qué explicación puedes tener, Manu, de, de esto que ha pasado? No queremos especular, pero queremos buscar lo que ha podido pasar para que 15 gigavatios desaparezcan durante 5 segundos. Yo creo que uno de los elementos clave que tenemos en Radio Nacional de España es la honestidad y la transparencia y la información contrastada con datos, ¿no? con veracidad.、Eh, en este momento, yo plenamente te puedo decir que estoy desconcertado, estoy descolocado, yo creo que como todo el resto de, de españoles, porque evidentemente, aunque parezca paradójico, como habéis explicado también,、eh, tanto Lourdes como tú, Carlos,、eh, el, el sistema eléctrico español es bastante robusto, también tiene capacidad de adaptabilidad, de resiliencia y, sin embargo, han desaparecido, como decíais, en cinco segundos más de 15. 15 gigavatios. Eso es una barbaridad.、Eh, y no solo porque representa el 60% de la electricidad que consume España como Estado-nación, sino por lo que implica, qué ha ocurrido a nivel cibernético, a nivel、eh, de una alteración meteorológica o atmosférica, como estaban también indicando algunas fuentes. A día de hoy, en este momento de noche ya completa, donde todavía la comunidad de Madrid no ha recuperado el 100% de su energía, ni muchísimo menos, seguimos con muchísimas dudas. Yo creo que esto nos marca un punto de inflexión, un cambio de paradigma. que nos tiene que hacer reflexionar sobre hasta qué punto Ese sistema tan robusto que tenemos está preparado para los famosos cisnes negros, es decir, aquellos espacios en los que de repente algo absolutamente imprevisto puede quebrar el sistema tal y como ha ocurrido.、Eh, hay que dialogar con los socios, hay que dialogar con la Unión Europea porque venimos de una serie de elementos、eh, que han sacudido mucho nuestra seguridad. Hablamos de la pandemia, hablamos de Filomena, hablamos de, de una dana en Valencia, hablamos también de una serie de guerras, de conflictos geopolíticos y s o o c i económicos, pero sin embargo, lo que nos pone.、Eh, Completamente patas arriba,、eh, la seguridad, la salud,、eh, la tranquilidad y el sosiego es la falta de un bien esencial, estratégico, sino vital, que es la luz. ¿no? Por lo tanto, yo creo que no tenemos la explicación, la tenemos que buscar, la tenemos que exigir、eh, desde el punto de vista、eh, más constructivo para evitar que esto pueda ocurrir o, si vuelve a ocurrir, que no tenga un impacto tan masivo como está teniendo en este pleno、eh, 2025, que es el siglo XXI, donde España se ha quedado sin electricidad. Así que esas causas, por el momento, desconocidas, Muchas hipótesis,、eh, pero todavía con muchas dudas, Carlos. Con muchas dudas. Muchas más u c h a s m preguntas que respuestas, casi.、Absolute. Y、eh, quien、claro. trae respuestas, quien trae datos, es el área de economía de Radio Nacional de España, Red Eléctrica. Daniel Hernández, hola de nuevo. Hola de nuevo. Datos actualizados de las 22.30, hace unos minutos.、Eh, decías cuándo íbamos a llegar al 50%. Pues estamos casi. 48,2% de la demanda está siendo atendida, son 12.700. Megavatios ya están energizados. Es una palabra que usa, evidentemente, en la jerga、eh, que se usa en estos momentos por red eléctrica. El 66% de los parques de subestaciones de la red de transporte. El 48,2% de la remanda está recuperada. Bueno, se va, se va acelerando ¿no? el ritmo. Poco, sí, poco a poco se va recuperando, pero todavía hay muchas personas que están en la calle que van a pasar la noche en distintas estaciones de tren. Vamos a A estar, por ejemplo, en Bilbao, donde hay gente que va a pasar la noche en la estación de Abando. Ahí está nuestra compañera Lola García. Lola, adelante, buenas noches. Nos encontramos en Abando, una de las estaciones de tren que permitirán a los viajeros que lo necesiten pasar la noche en sus instalaciones. Por el momento, la situación es de calma y no encontramos a ningún pasajero que tenga la intención de pernoctar aquí. Eso sí, hay un goteo de usuarios que llegan a la estación para tomar el c e r c a n í o s y se encuentran con que no hay servicio. la mayoría recurren a familiares o al taxi e incluso alguno ha optado por dormir en un hostal. A esta hora, las pantallas informativas anuncian la cancelación de todos los trenes, tanto de origen como de s t i n o Bilbao, a lo largo de la tarde, también el que a las siete de la mañana debería viajar a Madrid. Gracias, compañera. Y Lourdes, también el gran despliegue de seguridad que se está viviendo en España, que se está viviendo también en Madrid y en esas comunidades también que han pedido que tome el control el gobierno. Hablamos de Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia y La Rioja. Nacho Monrabal nos lo va a contar ese despliegue, ese blindaje de la ciudad en, de Madrid.、Eh, Nacho. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Lourdes. Sí, parte del centro de Madrid todavía no tiene nada de luz. Ahora mismo la oscuridad es absoluta, solo se ven destellos de móviles y de linternas y los focos de coches que pasan de vez en cuando. A esta hora me encuentro en Malasaña y aquí tanto la Policía Nacional como la local están haciendo batidas para vigilar este barrio. La Policía Nacional va de paisano con un chaleco amarillo reflectante, linterna en mano y en grupos de cinco personas. De hecho, no se mueve el grupo si uno se queda rezagado. Ahora, por ejemplo, están revisando un garaje que tiene la puerta abierta para evitar que nadie se colara. Estos agentes también están hablando con los vecinos y resolviendo sus dudas. Vecinos que les preguntan desde los balcones. Por su parte, la Policía local está recorriendo el barrio en coche para evitar incidentes. Gracias Nacho desde el centro de Madrid y también atención a mañana a los colegios que en Madrid van a estar abiertos, aunque no sea día l e c t i v o Porque no se mantienen las clases, pero sí los colegios abiertos. ¿Y qué pasa, María Cortezo, con centros de salud y hospitales? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pues en general, las intervenciones en los centros de salud serán atendidas, excepto las no urgentes programadas, como en Madrid, La Rioja y Navarra. En Galicia y Castilla-La Mancha, respecto al sistema educativo, se suspende la actividad lectiva en todos los centros educativos. En Madrid y Aragón, en cambio, abrirán sus puertas para atender a los alumnos. Estarán atendidos con profesorado, pero no avanzarán materia para no perjudicar a los que no asistan. Por esto, las pruebas y exámenes que se celebrarán mañana y el miércoles serán aplazadas para los cursos de cuarto y sexto de educación primaria y segundo y cuarto de secundaria. En ambas comunidades también se mantendrán los servicios de comedor y transporte. Gracias, María Cortezo. Manuel g a z a p o hablábamos de la seguridad, hablábamos de qué ha podido pasar, pero hay que atender a una emergencia que es la actual, es la de los sitios donde no hay electricidad, garantizar esa seguridad. Se han movilizado 30.000 agentes, hay que coordinar toda esa operación. ¿Cómo se hace esto como experto en seguridad que eres? Pues、eh, con un trabajo muy delicado. España tiene planes de contingencia desde el punto de vista de la seguridad para que haya una colaboración de las diferentes fuerzas y corpus de i e g u r i d a d del Estado, que van desde las policías locales esenciales,、eh, por supuesto también los, las protecciones civiles, los voluntarios que tienen un papel en este tipo de circunstancias estratégico, vital, y por supuesto también la Guardia Civil、eh, a nivel de zonas rurales y por encima、eh, toda esa coordinación que se hace por parte del Ministerio del Interior、eh, en efecto cascada hacia abajo. También influye mucho. Eh, todo lo que pueda ser el, el despliegue de las Fuerzas Armadas. Tenemos un ejército que、eh, bueno, pues lo ha demostrado、eh, día sí, día también, en misiones a nivel nacional, en misiones en el exterior. Por lo tanto, lo que se hace es una, un despliegue coordinado de las zonas. Eh, más desconectadas para poder proveerlas de información, proveerlas de electricidad, proveerlas de esa seguridad también. Vemos、eh, en este momento、eh, en Madrid, vengo de San Sebastián de los Reyes, patrullajes constantes、eh, por parte de la policía local para evitar、eh, bueno, pues algunos robos o algunas situaciones de inseguridad. Y eso lo vamos a ir viendo durante toda la noche: es decir, se van a hacer servicios,、eh, se van a doblar turnos para garantizar la seguridad ya no solo en las grandes capitales, sino también en todas las provincias y todas las localidades. Y vamos a también ver un trabajo Muy arduo por la parte de la, de, la, de la Guardia Civil para poder proveer, insisto, de esa seguridad、eh, humana, económica、eh, en zonas que están más, más alejadas de los grandes núcleos urbanos, ¿no? la famosa、sí. España vaciada, que ahora mismo pues sufre también mucho desconexión de Internet, desconexión de datos y también la inseguridad de no saber qué puede, qué puede hacer ante situaciones incómodas que pueden darse y que esperemos que no sean así. Por lo tanto, también hay que sumar a, dentro de esta parrilla a nivel de, pl de planamientos y de protocolos la colaboración público-privada, que también hay planes en ese sentido. Sentido. Es decir, todo lo que las, las grandes empresas de, de seguridad, de directores,、eh, jefes de seguridad, agentes de seguridad,、eh, aquí también cobran un papel importante para poder garantizar, insisto, la seguridad de las infraestructuras desde aeropuertos, hospitales, estaciones de tren y también、eh, la vía pública, porque se puede colaborar, pueden colaborar、sí. desde ese punto de vista para orientar a la gente y evitar, insisto, pillaje, robos、eh, u otras acciones que, por desgracia, también, como tú lo viviste en Valencia,、eh, cuando estuvisteis cubriendo、sí. la DAC. Esas patrullas bueno, pues, ciudadanas, policía, ¿eh? sí, patrullas, pa patrullas correcto, de vecinos, pues,、sí. correcto, donde pues, no llegaba la, la policía.、Eh, José Antonio, Maite,、eh, hablábamos de la solidaridad y、eh, hay que contar ahora mismo que la gran estación de Atocha, que es absolutamente enorme, ha cerrado. Porque no puede aforar ya más gente, es decir, está llena. Por exceso llena. de aforo. Por exceso de aforo ya está llena, ya no puede entrar nadie más, por tanto, hay que hacer una apelación también a Cruz Roja, los servicios de emergencia, a que、eh, esa gente pueda dormir en algún sitio. Imagino que se estarán、eh, movilizando también todos los servicios sociales de la comunidad de Madrid para dar、eh, servicio a esa gente. Hablábamos de solidaridad, pero también está el otro lado, ¿no? el lado delictivo y el lado más cruel. ...el cruel De las emergencias nacionales, que es pues eso, el pillaje, el aprovechado, el bulo, la mentira. José Antonio. Fíjate que yo estoy en plena calle cuando a las doce y media, doce y treinta y dos, nos quedamos sin, sin energía eléctrica. Y te puedo decir que en aproximadamente no más de cuarenta minutos, lo que me rodea、eh, es, un, es un tumulto de personas en la calle. Eh, que me ven que tengo una radio <ríe>、eh, y que me van preguntando, ¿no? una radio de pilas pequeñita, ¿no? lo, unos auriculares,、eh, porque lo que me encuentro es s a m u c h o a muchos ciudadanos en la calle que no podían tra trabajar,、pues、estaban los locales. Eh, a oscuras y、eh, no podían cobrar y estaban en la puerta charlando. ¿no? Pero ya lo que me llega es que,、eh, vamos, voy a decir todo un montón de mentiras, ¿eh? que nadie se asuste.、Eh, no solamente que era un super ciberataque y que eso era la guerra de Ucrania,、eh, sino que había caído la, la luz eléctrica, que porque habían escuchado que tenían familiares de fuera ¿no? de Madrid, que, era, que era, era España, Portugal, Francia, Italia, Alemania.、Eh, y, y claro, yo decía, pero vamos a ver, eh, eh, tengo puesta la radio y los primeros datos que iban que ibais dando, como flash. Pues no, no se correspondían con ninguno de los datos que decía la gente de la calle. Así que, efectivamente, a esa velocidad. No solamente corre el budo, sino tengo la impresión de que corre el miedo, ¿vale? Porque nos han ido contando en las últimas semanas, efectivamente, una serie de una concatenación de factores sobre y esto, los ha, hará mucho mejor nuestro experto de seguridad, ¿no? De, de, de los conflictos que tenemos, aquellos de los de que tuviéramos un kilo de superencia de tres días, ¿no? Y cosas por el estilo. Así claro, yo lo que noto en la calle no es tanto efectivamente una falta de información, sino que la falta de información se está cubriendo con, con, con datos totalmente ficticios que abundan más al miedo y apelan más al terror que puedo. De que esto fuera efectivamente el inicio de un gran ataque. Entonces, claro, después de lo que está, estamos viendo y escuchando, hombre, me sorprende mucho, como imagino que al resto de expertos, esto de que en el minuto 33, ¿no? de, después de mediodía, desapareciera una gran cantidad de gigavatios de, de la red del país, pero habrá que abrir una investigación y dejar que sean las fuentes oficiales las que indaguen a fondo de qué es lo que ha pasado para que tantas cosas, como tantos expertos que habéis tenido en l antena a toda la tarde noche, han dicho tantas cosas a la vez. Fallaran、eh, en estas horas. Porque, porque efectivamente es una concatenación de factores. Con tanta energía hidroeléctrica, con tanta energía eólica, con tanta energía nuclear y con tanta energía eh, eh, solar que tenemos en España, que todo se vaya al traste en tan solo un minuto. Es francamente ciencia ficción. O sea, que habrá que ver qué es lo que ha pasado realmente. Habrá que ver si Pedro Sánchez, esperamos en esa comparecencia. Si no e n e s a e x p e t o s Si no tenemos a e x p u n t o De comenzar,、mm, eh, claro. efectivamente.、Eh, y preocupante hasta ahora, lo, lo avanzabas,、eh, Carlos, ese cierre de la estación de Atocha por exceso de aforo. Recordamos que una quincena de estaciones, las más grandes del país, van a acoger a pasajeros afectados.、Eh, nuestro compañero Luis Vallés nos decía que Cruz Roja eh, estaba eh, aportando ayuda.、Sí. Mantas, comida a todos aquellos que van a pasar la noche en esa estación、eh, de Valencia.、Eh, ¿Qué puede ocurrir、eh, con esas、eh, personas que no pueden pasar la noche、mm, en Atocha? Es lo que nos、eh, preguntamos. Sí, yo fíjate lo que antes decía Piñe,、eh, fíjate si es importante lo que estás hablando de los bulos, que la primera intervención del presidente, él como segundo punto principal ha dicho eso. O sea, la guerra. Alerta... Y Salvador i l l a A él no le he podido. Sí, sí. O sea, imagínate, porque, bueno, yo hasta en la calle me he pillado como a ti. Era una tormenta solar. Y los extraterrestres habían elegido、Fíjate. España. No、habían elegido、claro. España para que se fuera a la luz. Quiero decir, y hombre, obviamente yo lo he escuchado y he pensado, bueno, pues otro bulo más, ¿no? Pero hay mucha gente que se cree, que se cree esas cosas. Por eso lo de las fuentes oficiales, los medios de comunicación es fundamental, fundamental. que s o、no、se siga eso. Fundamental eh, hoy, eh, más que ningún otro día, como servicio público, teléfonos abiertos.、Eh, Rosa nos llama desde Sevilla. Rosa, buenas tardes. Hola. ¿Qué nos cuentas,、Buenas、Rosa?、Noche. ¿Dónde estás? ¿Dónde Buenas noches. Buenas noches. Pues en t r i n a n a en mi casa. ¿Hay luz?、Eh, no, estamos con velas. Con velas. Vale, y ahora ha vuelto el teléfono y un poco de internet. Pero yo estoy muy preocupada porque tengo unos amigos, ¿vale?, que han ido a Granada desde Madrid a Granada. A, a recoger para que la incineren y demás.、Sí. y Ellos tenían el t r a y e s t o de ida y vuelta en el mismo día. No consigo hablar con ellos.、Um... Es la preocupación de Rosa, de esos amigos, la suerte que han corrido. c o m decía、eh... el portavoz de la OCU, que, que tienen,、eh, que tienen no. de, de derecho a reclamar y que tienen derecho a pedir también, o bien el,、claro. el, el, la devolución、eh, o el dinero. Rosa, g r a c i a s p o r o b a r n o s vamos en directo.、Eh, Radio Nacional d Española, e Nueva r e u n i ó n d a d de Comparte Nacional, para dar a conocer las novedades que se han producido a lo largo de estas últimas horas desde mi última comparecencia. En este momento, según los datos、eh, del operador、eh, Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50 del suministro eléctrico nacional. Prácticamente todas las comunidades autónomas, con eh, distintas eh, situaciones, eh, registran mejoría. El objetivo, por tanto, es、eh, el mismo seguir recuperando el suministro a lo largo de todas las próximas horas, a lo largo de la próxima noche, mediante tres palancas la primera, las interconexiones con Francia y con Marruecos, a los cuales vuelvo a agradecer su solidaridad en este momento crítico, en segundo lugar, los ciclos combinados de gas y, finalmente, las、eh, centrales hidroeléctricas. ¿Cuánto se tardará exactamente en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos aún con certeza. Nunca había ocurrido una caída a cero, como se dice técnicamente, del sistema, y lo que se está haciendo es ahora mismo ejecutar la recuperación de forma progresiva y prudente para evitar cualquier tipo de retrocesos en las próximas horas. En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica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 De una recuperación de la normalidad. Hasta este momento no se ha reportado ninguna afectación de protección civil y, en todo caso, el Gobierno ha desplegado servicios adicionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, por todo el país para reforzar aún más la seguridad durante esta noche. Los ciudadanos pueden y deben estar tranquilos. España es un país seguro, responsable, que saca lo mejor de sí mismo en situaciones como estas. Los hospitales siguen funcionando sin incidencias gracias a los grupos electrógenos y al esfuerzo de, de nuestros magníficos profesionales sanitarios, a los cuales también quiero agradecer su trabajo. Hay algunas comunidades autónomas que han solicitado que se les envíe combustible adicional para algunos centros y así se está haciendo, según me reporta el ministro del Interior. Las telecomunicaciones están experimentando, como saben, interrupciones, desgraciadamente, provocadas principalmente por la falta de suministro en las antenas. Los operadores esperan que se restablezca a medida que vuelva la electricidad —recordemos casi en el 50 en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica—. En lo que respecta a la movilidad, el tráfico portuario está funcionando con normalidad. El tráfico aéreo ha sufrido algunos retrasos y cancelaciones provocados, lógicamente, por la desactivación de torres de control, pero la mayoría ya vuelven a estar operativos. Solo un dato: de los 6.000 vuelos que estaban programados hoy en toda España, se han cancelado solo 344. 344 de 6.000 vuelos. En las、eh, carreteras tampoco se registran incidencias, más allá de los atascos que se han producido a lo largo del día de hoy, principalmente en esta tarde. Y el problema principal, como saben,、eh, está en los trenes. Renfe, Adif y, y también la UME, a la cual quiero agradecer nuevamente a las Fuerzas Armadas su trabajo, han auxiliado ya a unos 35.000 pasajeros y pasajeras. 35.000 pasajeros y pasajeras que estaban atrapados en más de un centenar de trenes. Aún quedan 11 trenes pendientes de recuperación que se encuentran en las zonas más inaccesibles. El objetivo es、eh, recuperar la movilidad en cercanías cuanto antes y también en media y larga distancia a lo largo de mañana, pero ello, evidentemente, va a depender de lo que suceda con el suministro eléctrico. En el ámbito empresarial, sabemos que hay. Mucho tejido productivo, muchas empresas, fábricas, industria que han tenido que detener su producción, mandar、eh, a su plantilla a sus hogares.、Eh, muchas nos han comunicado que retomarán su actividad mañana, otras tardarán un poco más. En todo caso, lo que sí que podemos ver es que los mercados financieros, las bolsas han cerrado bien, lo que demuestra la confianza de los mercados en España. Los ciudadanos y ciudadanas deben saber. Que todos los recursos del Estado están siendo movilizados desde el primer minuto. El Gobierno, las administraciones públicas, los operadores privados están haciendo todo lo posible para recuperar la normalidad del suministro cuanto antes. Se va a trabajar a destajo, como se está haciendo durante toda la noche, con profesionalidad y con compromiso, como siempre hace España ante esta clase de situaciones. Trabajamos con un objetivo claro, y es que mañana la luz.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 Actualmente no hay señal alguna de desabastecimiento. Imagino que en este momento, como estamos todos, muchos ciudadanos y ciudadanas se estarán preguntando qué sucederá mañana, qué deben hacer mañana. La situación es muy asimétrica en todo el territorio. Hay comunidades autónomas que ya han recuperado hasta el 97% del suministro y hay otras que, desgraciadamente, están por debajo del 15%. Por tanto, la situación es asimétrica. Y tenemos que responder conforme a esa asimetría en función de los territorios. Y por eso, la recomendación del Gobierno de España para los estudiantes es que sigan las instrucciones de sus gobiernos autonómicos. Es cierto que hay siete comunidades autónomas en las que se ha establecido el nivel 3 de protección civil, y eso significa que es el Gobierno de España quien lidera la respuesta en estos t e r r t o r o s Siguientes territorios. Son ocho comunidades autónomas. En primer lugar, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y, finalmente, la comunidad de Valencia o Valenciana. En estas comunidades autónomas, los centros educativos permanecerán abiertos, pero sin actividad lectiva. Y en el caso de los trabajadores y trabajadoras, Del conjunto del país, pero principalmente de estos territorios en los que no se ha recuperado、eh, la capacidad de suministro eléctrico, lo que les pediría a los trabajadores y trabajadoras es que prioricen su seguridad y que aquellos trabajadores y trabajadoras de servicios no esenciales que tengan dificultades para desplazarse a sus lugares de trabajo o que hayan recibido de sus empleadores la instrucción de quedarse en casa, que lo hagan. Que lo hagan a lo largo de la mañana de mañana. Y conforme vaya sucediéndose el día, iremos lógicamente actualizando estas recomendaciones de servicio público. En todo caso, queda una noche larga. Vamos a seguir trabajando para que se recupere la normalidad tan pronto como sea posible. Y, por supuesto, les vamos a mantener informados puntualmente. Gracias y buenas noches. Palabras del presidente del Gobierno en directo, Radio Nacional. 24 horas las tardes con Lourdes Maldonado, contándolo todo y nos lo va a resumir a partir de ahora. Sandra Gallardo ha dado algunos datos interesantes. El presidente, Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Bueno, los compañeros de Economía nos avanzaban esa caída abrupta a las 12 y 33 de esta mañana de 15 gigavatios de generación que se han perdido en cuestión de segundos, lo que equivaldría al 60% de la demanda del país en ese momento. El presidente del Gobierno. Ha explicado precisamente eso, lo que ha pasado, pero no ha explicado.、Eh, dice que se sigue investigando, que los técnicos están investigando por qué ha pasado y mantiene todas las posibilidades, todas las hipótesis siguen abiertas, todas las hipótesis, pero no ha querido ir más allá el presidente del Gobierno. Ha hecho también el presidente del Gobierno un, un desglose, un repaso a la situación. Dice que hay normalidad en las calles, que se ha reforzado la seguridad para.、Eh, A lo largo de, de la noche, pide a los ciudadanos que estén tranquilos, que pueden y deben estar tranquilos, que España es un país、eh, serio, responsable y que está a la altura en estas circunstancias, que los hospitales están funcionando sin、eh, incidencias gracias a los grupos electrógenos,、eh, que la, la electricidad se ha recuperado en un 50%, casi en un 50%, aunque sí ha reconocido que la situación es desigual por, por zonas, por comunidades.、Eh, También、eh, destaca que, en la movilidad,、eh, la parte más, más complicada es、eh, la red de De trenes que ya se han podido evacuar、eh, muchos de ellos, pero que llegan todavía 11、eh, trenes atrapados que están pendientes de, de ser rescatados sus, sus pasajeros.、Eh, de cara a mañana, recomienda, a, en cuanto al tema de, de las escuelas, hacer caso a las indicaciones de los gobiernos autonómicos y a los trabajadores, todos aquellos que no sean esenciales. Eh, que eviten ir a trabajar、eh, dentro de, de las、eh, circunstancias de, de cada uno y como lo haya determinados empresa, pero destacaba eso, hacía esa diferencia ¿no? entre los trabajadores esenciales y no esenciales. Dice el presidente del Gobierno que eh, los eh, ciudadanos deben saber que están todos los recursos del Estado movilizados, que se va a trabajar durante toda la noche a destajo, porque el objetivo es recuperar、eh, todo el suministro en todo el territorio. Mañana. Pues Sandra Gallardo, gracias. No sé si hay previsto más Consejo de Seguridad Nacional, más comparecencias. De momento, imagino que no, pero que todo sigue activado, que ese Consejo sigue en contacto de alguna forma、sí. para、eh, seguir atendiendo a esta emergencia que decía el presidente, la noche va a ser larga. ¿no? Lo que ha dicho el presidente es que se va a seguir informando, con lo cual nos va a tocar estar desvelados. La gente pendiente de la, de la radio, por supuesto. Y mañana se va a reunir el Consejo de Ministros. Y lo que decía、eh, el presidente también es que se van a liberar tres días de reserva estratégica de hidrocarburos, también para、eh, tener digamos, ese colchón de cara a la, a la generación eléctrica para que se pueda ir recuperando paulatinamente el suministro. Y también incidía Pedro Sánchez en la necesidad de hacerlo de forma t r a n r a Eh, gradual y, y, y con cierto sentido, ¿no? que se vaya estabilizando la, la recuperación de, del suministro. Eh, eh, entendemos que, que muchos ciudadanos están ya desesperados porque, porque en algunas zonas hay luz y en otras no, pero、eh, todo tiene que hacerse de una forma escalonada y con cierto orden.、De、Entonces hecho, hablaba、eh, pues, de pedía, esa... pedía tranquilidad De hecho,、presidente. Sandra hablaba de esa situación asimétrica. Mm, Eso es. Decía que había comunidades, comunidades que están、Eso、en un 97% recuperadas y otras que están apenas en un 15%. Y también destacaba el caso de algunos municipios muy particulares, no ponía nombres, pero sí que、eh, supongo que por su, por su、eh, ubicación geográfica, pues que tienen más dificultades y que en todo caso pues se ha desplegado también、eh, la UME、eh, para reforzar, digamos, este dispositivo de una situación sin precedentes que está viviendo hoy nuestro país. Y también ha comentado Sandra,、eh, Carlos, que algunas comunidades. Unidades, no ha dicho cuáles han pedido combustible adicional, ¿verdad?、Mm, combustible adicional para a, a algunos de los servicios. Para los grupos、mm, electrógenos, evidentemente. De... Aunque en cualquier caso ha dicho que no hay señal alguna de desabastecimiento y que, que b、bueno, u esperan n o que e en las próximas horas, y sin dar、eh, más detalles, esperan volver a la normalidad, restablecido hasta ahora casi el 50%. Pues gracias, Anda r Gallardo. Buenas noches. Buenas noches.、Eh, nos dicen desde Adif que esa información que hemos dado no era totalmente correcta. Atocha no está cerrada. ¿eh? Atocha sigue abierta, pese a que hay muchas personas allí. Así que tenemos que rectificar esa información que habíamos dado diciendo que Atocha ya no cabía nadie más. Sigue abierta, siguen llegando viajeros y pueden pasar la noche allí. Por tanto, hay、nos、que contar. e t a m o s m r l o Y、sí. hay que rectificar porque era, claro,、eh, preocupante que se pudiera cerrar de alguna forma,、eh, que estuviera repleta de. Gente y gente se hubiera quedado tirada、uh -huh. en la calle. Tenemos en directo en 24 horas en las tardes de Radio Nacional de España, en 24 horas y en las tardes con Lourdes Maldonado, a Alejandro Lavanda, experto en energía. Alejandro, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta muy clara, muy directa y que es ahora mismo la madre del cordero de lo que ha ocurrido. ¿Cómo se pierden.? Esos gigavatios, cómo se pierden 15 gigavatios durante 5 segundos a las 12 y 33 minutos de hoy. Pues es、eh, desde luego que es una situación insólita,、eh, que no solo podemos asegurar que es insólita en España, sino que es、eh, muy muy rara en los sistemas eléctricos en general y que ya los propios técnicos、eh, creen que es una situación muy extraña que tendrán que investigar durante los próximos meses. O sea, es una, des una desconexión simultánea. De 15 gigavatios de generación, que es lo equivalente a 15 centrales nucleares、eh, o, o, o unas cuantas más centrales、eh, renovables, eólicas o, o hidráulicas, y al mismo tiempo, ¿no? es verdad que es una situación absolutamente anómala, que, que habrá que, que investigar cuáles son las causas, pero desde luego que no, no va a ser algo,、eh, no es una situación、eh, habitual, si es, una, es una cosa completamente extraordinaria, que habrá que investigar, como digo, en los próximos meses、eh, cuáles p han s e r esas causas. Eh, habrá que investigarlo, pero、eh, como experto,、eh, ¿qué puede estar detrás de esta caída tan abrupta、eh, de esos 15 gigavatios? Aunque habrá que, que analizarlo y dar con la causa, pero ¿qué pero puede estar, ¿qué posibles causas、eh, pueden provocar esta situación tan anómala? Bueno, Yo creo que ni el propio presidente en su reciente declaración ha querido aventurar ninguna de las、eh, posibilidades que, que están barajando ni, ni descartarla. ¿no? Yo creo que estamos en una situación en la que tampoco、eh, creemos que, creo que sea conveniente generar una elucubración ¿no? entre distintos escenarios porque、eh, es una situación tan, tan extraña que, que podríamos hablar de. Eh, situaciones eh, estándar que se dan en la operación, por, como pueda ser el fallo técnico de una línea, de una central, pero esto no es el, en lo que digamos que podría estar el área de mi conocimiento, por así decirlo, de la operación habitual del sistema energético o eléctrico, pero no es este el caso, ¿no? sino que esto es una situación completamente、eh, diferente. Porque, eh, experto, eh, una reacción en cadena, una caída en cadena, llevaría más tiempo, ¿no? tendría que producirse de forma más escalonada, ¿no? No, sí, que es posible que las,、eh, las situaciones en el sistema sucedan en, en muy poco tiempo.、Eh, lo, que puede, lo que sucede normalmente, efectivamente, es que pueda haber como una caída puntual de una determinada zona debido a la caída de un elemento, ¿no? de lo que se llaman los elementos de, de redundancia, ¿no? que fallen los elementos de redundancia en una zona y que una parte del sistema se pueda、eh, perder el suministro en esa zona, y, y, pero no, digamos que de forma simultánea, 15 gigavatios, por, para que nos hagamos una idea, significa que han caído. Pues、eh, centrales en, en, en toda España. O sea, es decir, puede haber, pueden haber caído centrales en, simultáneamente en muchos lugares del país. ¿no? No, no es algo en lo que localizadamente en un lugar haya 15 gigavatios y en ese lugar haya sucedido algo. ¿no? Porque no, no, sucede, no hay 15 gigavatios concentrados en la, en la, en la península ibérica. Eh, porque al revés, necesitamos dar suministro a, todo, a toda la península, a todo el país, y eso era el 60% del suministro en ese momento. ¿no? Entonces, es decir, sea no, no una caída física, como tú decías, de una parte del sistema que puede desencadenar、eh, otras caídas o la pérdida de suministro en una zona, es algo digamos real, real que tenga que ver con la、uh, entrega y la generación física de la electricidad en esa zona en concreto, pero aquí hablamos de una, una cuestión simultánea、eh, en muchas centrales de generación a la vez. Y eso, desde luego, q u es e algo completamente inusual. Por eso,、eh, que, que, que lo, lo cual,、eh, hay, además de las causas,、eh, yo creo que sí que es relevante poner el foco en, en, en la, lo increíble, en mi, en mi opinión, que en menos de ocho horas. El 50% del suministro eléctrico esperado se haya recuperado. q ¿no? u Es e decir, la resiliencia de, del operador del sistema y la capacidad del operador del sistema para poner en marcha los procedimientos de recuperación de, de la demanda、eh, y ser capaz, que es verdad que esto sí que es un proceso que tiene que ser gradual, de ir poco a poco haciendo igualar la generación a la demanda en pequeñas zonas e ir conectándolas para generar, como decíamos, a partir primero de los eh, sistemas s d i g a m o vecinos, como el marroquí, o el francés, o el portugués. Poco a poco la, la generación, eso desde luego que sí que también es extraordinario. n o La respuesta de, del operador del sistema en ese sentido、eh, creo que es lo que, lo que quedará como, como resultado de, esta, de este episodio. Le、sí, Pregunta a Daniel Hernández, nuestro compañero del área de economía, que está siguiendo también la evolución de esa recuperación de la demanda eléctrica, que nos contaba también, nos adelantaba antes incluso de que lo contara el presidente, que ya se había restablecido casi al 50%. Daniel. Sí, estábamos casi en el 50%, 48% de datos de. creo que eran que 10 y media de la noche. Yo le quería preguntar si el sistema eléctrico ha podido ir dando pistas de que fuera a pasar esto que no hemos sabido leer. Hombre, en, en mi opinión, no, la verdad, porque el sistema、eh, eléctrico tiene una sobrecapacidad bastante elevada para la demanda que hay. De hecho, uno de los problemas que en el sistema eléctrico comentamos en general los que nos dedicamos a esto, la transición energética, es que. Hay que electrificar más, que hay que generar más demanda eléctrica porque la demanda no está creciendo tanto como nos gustaría para hacer la transición y descarbonizar. Es decir, tenemos ahora mismo muchas más centrales de generación, entre las nucleares, la hidráulica, además con un año especialmente húmedo y los embalses、eh, absolutamente cargados,、eh, las centrales de gas que, que también tenemos y, y todas las renovables que desplegamos cada año, más el autoconsumo y almacenamiento. Es decir, tenemos un sistema con una gran diversidad de tecnologías,、eh, muy robusto, con mucha, con mucha capacidad para incluso con, con un alto grado de renovables operar sin ningún, sin ningún tipo de problema. En lo que sería una operación normal, es decir,、eh, insisto, no, o sea, no, no es la, la respuesta a la desconexión simultánea de 15 gigavatios e el 60% de la generación en el mismo momento, no es la respuesta a una operación normal, ¿no? la operación、sí. normal es. Pues、eh, Condiciones meteorológicas,、eh, súbitos incrementos de demanda, caída de un、eh, elemento de generación y en esas situaciones que se han podido producir y se producen muchas veces sin que la mayoría de los ciudadanos nos demos cuenta,、eh, el sistema es、eh, resiliente y funciona sin, sin ningún tipo de problema. No sé, Manuel g a z a p o José Antonio Piñero, que no os veo, pero seguro que igual tenéis alguna pregunta. Manuel, nuestro experto en seguridad. Bueno, yo creo que es verdaderamente interesante. Yo creo que hay muchísimas dudas que, que, nos,、eh, que nos, en este momento nos, nos sacuden, la incertidumbre.、Eh, yo no sé hasta qué punto,、eh, teniendo en cuenta que esta es la experiencia que hemos vivido, lo vivimos con el vocal de La Palma, lo vivimos con la COVID-19, con el SARS-CoV-2,、eh, ¿hasta qué punto? ¿Cuáles son las recomendaciones a futuro? ¿Qué es lo que tendríamos que implementar a nivel operativo, a nivel、eh, del diálogo que mantenemos ahora con Francia, con Marruecos, que lo ha señalado el presidente del Gobierno? Pero más allá de eso, de intentar ser lo más resilientes, sabiendo de, de estas necesidades, de estas vulnerabilidades que tenemos todos、eh, dependientes de, de la luz, lógicamente, y de Internet. ¿Cuáles serían las medidas pertinentes, en, quizás en el corto, o en el medio plazo,、eh, no desde el punto de vista de la urgencia, de los parches, sino qué deberíamos de hacer? Eh, a nivel de sociedad, a nivel de, de Estado-nación, a nivel de Estado miembro de la Unión Europea, para intentar reducir este tipo de, de cisnes negros o de, o, de, o de días cero, de cero days que pueden ocurrir, como han ocurrido hoy. ¿Cuáles serían la, las sugerencias desde el punto de vista más, más pragmático, más, más útil desde el punto de vista de, de la, del suministro de energía o de la autosuficiencia de, de empresas, de pymes, de familias, de ciudadanos? ¿Cuáles serían los pasos más inteligentes a dar? Son las, las dudas que a mí me, me, me surgen desde el punto de vista más, más operativo. Bueno, desde el punto de vista de la propia operación del sistema, hay que saber que esto es una infraestructura crítica, que los operadores del sistema en Europa. Comparten buenas prácticas, experiencias y de cada apagón de los que han sucedido en Europa en los últimos años, pues obviamente se hace un gran análisis tanto de tipo técnico como de tipo académico a nivel de recomendaciones de qué se puede mejorar. Es decir, todo ese proceso está ya muy engrasado en las instituciones europeas porque al final tenemos un sistema síncrono que,、eh, digamos, está conectado desde、eh, al final de, en, el, en el círculo. El Ártico, los países nórdicos hasta, hasta la península ibérica, a、eh, más al sur, y todos los países europeos comparten esas buenas experiencias y los operadores del sistema también、eh, aprenden de lo que le sucede a los demás. ¿no? Y aquí hay una parte, por supuesto, de operatividad técnica, de cómo se puede evitar un accidente o, bueno, un incidente, por así decirlo, como este en el futuro,、eh, y también una parte de cómo hacer más rápido una, una recuperación, aunque ahí, desde luego, que yo,、eh, como, como ingeniero y como experto, Eh, no creo que, que haya tampoco tan, tanto margen para recuperar. Obviamente pues、eh, con sistemas más robustos, con más energías distribuidas. Uh, más baterías, quizá、eh, distribuidas en cada casa y demás, pues podamos tener sistemas más robustos, ¿no? Pero bueno, al final, la operación de todo el conjunto del sistema ya es,、eh, digamos, una,、eh, toda una técnica y una, toda una metodología que está, que está trabajada y que está, está muy engrasada por esa parte. Pues Alejandro Lavanda, experto en energía, lo escuchamos con alguna dificultad, pero es interesante todo lo que nos está contando, especialmente lo que nos dice que a esta hora, y para no especular, lo que hay que quedarse es con esa r e i v i d a c Recuperación del sistema, esa rapidez con la que están、eh, trabajando los protocolos. Gracias por haber estado en directo con nosotros hoy en, en este día tan especial y tan complicado. Alejandro, buenas gracias, noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, Maite, Lourdes,、eh, Daniel Hernández también con nosotros contando lo imposible que 15 gigavatios, lo que es, es capaz de generar. Eh, 15 centrales nucleares desaparezcan en 5 segundos. Es absolutamente impresionante lo, lo que nos contaba el señor、eh, Alejandro Lavanda y que a esta hora no hay una respuesta, respuesta ni、no. la vamos a dar tardará, a mejor, meses. En... ¿Sí? Es que、no. ha dicho meses. Yo, fíjate, he cogido el textual del presidente que ha dicho: es que 15 gigavatios de generación se han perdido en 5 segundos. Entonces. Tú ves esos g i g a n t e Yo lo he visualizado como, como todas estas. Como, como, o sea, como si fueran unas, unas torrecillas, ¿no? Y de repente en una pantalla alguien ve. Que de... Porque es que lo que ha dicho es que se han perdido. O sea, es como cuando vas en el metro y te quitan la cartera, ¿no? O sea, ¿cómo se ha perdido? ¿Qué ha pasado con eso? Me parece tan complicado. Y eso que los expertos llevan toda la tarde.、Bueno. Yo les h e e s c u c h a d o que somos una isla energética.、Claro. No, y la, y, y, y sí, que es verdad. Hay muchas connotaciones importantes. Pero. Y el presidente ha dicho que todas las hipótesis están abiertas, pero no se decanta por ninguna. Ninguna, porque no todo es p e c u l a r Lo que preguntaba Daniel Hernández era muy interesante acerca de si había habido alguna pista、sí. eh, estos días, si había habido algún problema, alguna lucecita que, roja. Pensando en el volcán de La Palma, pues cuando empezó a doblarse、eh, el suelo, cuando empezó a cambiar、eh, geológicamente todo esto, pero nos decía、eh, Dani que no había habido,、eh, el experto nos decía, no se ha producido ninguna alerta. Ninguna pista、no. acerca de que algo pudiera fallar, porque lo habríamos contado en los medios estos días también. A ver, totalmente. Incluso iremos contando, supongo, alguna, alguna cosa que, que, que vaya sucediendo y algún dato que nos vayan dando, pero esto ya lo han dicho los expertos que habéis ido teniendo esta tarde. Y dicen también, pues,、eh, pues fuentes de,、eh, oficiales pues que esto se va a tardar días. Ni siquiera el presidente del gobierno se ha atrevido a dar en público una causa, aunque、eh, llamativo n o que diga que todas están abiertas.、Uh -huh. Y llamativo también lo que ha dicho de que se vayan a liberar tres días de reservas estratégicas.、Sí. De... ¿Eso, qué ¿Eso qué significa? ¿Qué ¿Cuántas es. reservas? Bueno, pues que tenemos unas, un, un número de días que、eh, nos hemos comprometido con la Agencia Internacional de la Energía、eh, pues, a tener、eh, de reservas. Creo que son más de 90. Me estoy aventurando un poco, pero creo que son más de 90. Entonces se van a, se van a liberar. Tres días para pues, esos generadores eléctricos que van pues, con diésel o con, o con carburantes pues, para poderlos alimentar. Aunque de momento, pues tranquilidad, porque los hospitales están funcionando. Hemos consultado. Es t a t a r d e tenían para más de una semana algunos. Eh? Claro, eh, tienen para varios días, para una semana, si no recuerdo mal,、eh, según las fuentes que hemos consultado, en las centrales nucleares. Las centrales nucleares dan、eh, energía. A quien se la pide, evidentemente, y、eh, también a ellas mismas. Necesitan autoabastecerse. Cuando una central、eh, nuclear se apaga, Necesita cierto flujo pues, para seguir funcionando en su operativa interna. Y esto se hace con combustible.、Eh, uh -huh. Tienen para, creo que nos decía el experto que habíamos consultado, 10 días、uh -huh. para ir tirando. Pero bueno, de momento se liberan esos tres días de reservas estratégicas, yo、a、creo modo que, de para, para lo que para lo que pueda pasar. e lo ver, que, es que p u e d a p a s a r e s que él ha dicho, recordar que ha dicho, varias comunidades autónomas nos han pedido combustible adicional.、Sí. Y se lo estamos dando. Quiere、uh -huh. decir que puede que、uh -huh. se recurra a esas, a esas reservas porque ya ha habido peticiones de combustible. Comisiones, aunque de, perdón, de comisiones de comunidades, aunque no ha explicado cuáles son. Para todo esto que nos contaba Jorge Morales en una de nuestras horas,、eh, en esta conexión que estamos haciendo permanentemente con expertos, que nos decía que,、eh, y nos ponía el ejemplo de una torre de un aeropuerto, que lo que necesita es、eh, esa electricidad que necesita la torre en concreto, pero el resto funciona con、eh, otro tipo de combustibles. José Antonio Piñero, querías decir algo que te escuchaba por ahí de fondo. Sí, sí, no, y, y aparte os escucho atentamente también. Me, me preocupa mucho de, del ámbito doméstico en el que estamos algunos de los analistas entrando esta noche.、Eh, si me escucháis bien desde aquí, por, imagina porque me ha alejado del radio de acción de la pequeña para que no se despierte y no, y no, y no, y no intervenga en el, en el 24 h o r a s s e ha dormido de, tranquila? De, ¿Es muy pequeña con、tarde. este apagón o no? Pues fíjate que yo tengo una peña que tiene, una peque que tiene necesidades especiales. Y los niños que, tienen,、eh, que necesitan más rutinas en su, en su día a día, cuando han visto que se hacía la noche y que había que poner velas,、eh, estaba muy intranquila. Y esto es normal también en, en, en peques que no entienden muy bien qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, pero, pero fijaos, yo, yo no intervenía、eh, en este rato, ¿no? desde la segunda intervención de Pedro Sánchez.、Eh, estoy muy de acuerdo con todo lo dicho en, en, en la mesa. Yo creo que, aparte, Pedro Sánchez tiene un, un papelón en, en estas horas n o que, que, que han pasado y que vienen. n o Eh, sobre el tema de, la, de, de los silencios que guarda un presidente de gobierno de lo que quizás sepa y no pueda contar todavía, porque como estamos eh, eh, intuyendo los medios y los periodistas, son hipótesis. ¿no? Eh, nadie es experto en un gran apagón menos expertos en energía, ¿no? eh, pero los periodistas estamos siempre、eh, tratando de ver entre líneas qué es lo que se cuenta y lo que no se cuenta. Y aquí estamos hablando todo el tiempo de que se barajan todas las opciones y varias hipótesis. Y yo creo que no. Yo creo que hay dos、eh, teorías. Eh, eh, y se pueden hacer muchas ramificaciones en cada una de ellas, pero aquí, todo el mundo en la calle, teníamos hoy dos, y, y por lo que escucho toda la tarde, quedan dos en la cabeza, y las voy a decir en voz alta porque no, no tengo autoridad ninguna. Las pongo encima de la mesa como opiniones: una que sea un ataque y otra que sea una gran cadena de errores. Si es un ataque, que es lo que parecía al principio, que es el temor, los miedos y demás, pues se, se, se podrá dilucidar con el paso de las horas y del tiempo. Es raro. Bien, es cierto que en estas horas no haya habido nadie que reivindique o ninguna sospecha del exterior que nos diga que hemos sido de alguna forma atacados de manera energética. Así que si estamos ante un error o ante una cadena de errores, tendremos que graduar ese tipo de error. Si es un error técnico, si se podía haber previsto o si estamos ante una gran chapuza. Es decir, todo esto habrá que verlo con el paso de las horas, de los días. Yo estoy de acuerdo en que lo primero, como bien ha dicho el presidente, es estar ahora atendiendo a los perjudicados, a las personas que siguen atrapadas en trenes o que están ahora mismo en cercanías o en estaciones. O sea, lo primero es lo urgente, estamos de acuerdo. Pero aquí hay dos grandes líneas de trabajo, dos grandes hipótesis. Están todas abiertas, pero son dos: que estemos ante un ataque o ante un error. Y no sé qué es peor. Vamos a actualizar datos, Daniel Hernández, de、eh, la demanda eléctrica, de cómo se está recuperando. Sí, datos de Red Eléctrica Española, las 23 horas, recuperado ya el 51% de la demanda peninsular, son 12.847 megavatios. Están funcionando el 70% de los parques de subestaciones de la red de transporte. Y vamos a la estación de Atocha, que comentábamos hace un momento, sigue abierta. Allí está nuestro compañero Juan Martín. Situación allí, qué está pasando, qué estás ¿Cómo? viendo, qué escuchas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Saludos, b u n c h e s Pues、eh, te puedes imaginar cómo es la mente que tenemos en estos momentos cuando se han abierto las puertas hace escasos instantes para que entraran las personas que estaban haciendo cola en la estación de Atocha, porque había mucha en el interior, el afuera estaba completo, como bien comentabais. Pero se han abierto las puertas y se cuentan por decenas las personas que están ahora mismo agolpadas aquí dentro, en el interior, pues sentadas en c o r r i l l o s esperando tener alguna noticia de los、eh, diferentes trenes, de cómo van a bueno, pues, afrontar el、eh, futuro las próximas horas. Pero ya te digo que se cuentan por decenas las personas que están aquí sentadas en la estación. Pues esa, esa es la última hora, por tanto, por tanto sí、si、se ha cerrado. cerrado y y se se ha ha sí, s t a b a c e r r a d a v e l t a v e estaba cerrada. Estaba cerrada Por aforo, han abierto las puertas han entrado las personas que estaban、eh, esperando fuera en colas en la zona del de emperador Carlos V, también en plena calle. Y lo dicho, en esas、eh, diferentes puertas, las dos zonas que se han abierto, cuando están acompañando ahora los de seguridad hacia afuera, porque no nos dejan estar en el interior, pues、eh, desde el exterior os comento que efectivamente se han abierto las puertas y todas las personas están entrando al interior de la zona. Juan,、eh, ¿sabes si está previsto que, que Cruz Roja acerque alimentos, acerque mantas para todas esas personas?、Eh, me imagino que habrá personas mayores, niños, van a pasar la noche ahí. No sé si en el exterior ves algún m o d i f i c a d o En ese sentido, pues de momento Lourdes、eh, ve una ambulancia parada aquí en el exterior de la estación de Atocha. La gente está sentada en círculos y no hay de momento, pues, previsión. Al menos he visto. Personas repartiendo víveres, repartiendo comida, repartiendo mantas para pasar la noche, porque efectivamente hay todo tipo de personas, hay tanto familias como amigos, gente más mayor, gente más joven, lo único que están sentadas en el suelo esperando noticias. Esperando noticias.、Eh, hay muchos taxis, hay movimiento, hay gente haciendo cola para coger un taxi. O... Fíjate, más que taxi, te diría que autobuses, que son los que están funcionando. Eh, mucho durante toda la tarde aquí en Madrid,、eh, muchas colas, mucha gente esperando a los autobuses urbanos de la MT. Taxis, eh, eh, los que pasan por la calle suelen estar llenos y debido a las colas que ha habido durante toda la tarde en Madrid y de quedarse parados, pues evidentemente la gente opta por andar. De hecho, yo jamás había recordado las colas que he visto hasta aquí andando esta tarde en la calle de Méndez Álvaro, que es la que conecta Atocha con la estación sur de autobuses. La gente ha optado más por ir andando y también por autobús que por el transporte de Sí. Por cierto, una última curiosidad:、eh, desde、sí. fuera de Atocha, ¿en Atocha hay luz dentro de la estación? Sí, en Atocha en el interior hay luz. Lo que sí que es cierto es que conforme nos acercábamos de la zona de embajadores aquí a Atocha, no había farolas encendidas, sí los semáforos, aunque algunos todavía estaban por encenderse, pero、eh, la zona de, como de embajadores sí que había recuperado la luz en cuanto a iluminación por la calle. La zona de Atocha todavía le queda un poquito, pero el interior de la estación sí que tiene luz. Es decir, la, la gente está haciendo uso de los teléfonos móviles, puede andar tranquilamente, puede estar sentada, pero sí que hay iluminación dentro de la estación. Pues Juan Martín, gracias por la información. Nada como tener a un periodista de Radio Nacional de España en el sitio para conocer la verdad de lo que ha pasado. Nuestros ojos allí. Eh, Juan, eh, te dejamos allí.、Eh, si puedes、eh, y alguien quiere hablar con nosotros, vamos a recordar ese teléfono 900-137-137. Y si alguien quiere、eh, aprovechar para contarnos su casuística, su situación en esa estación de Atocha, líneas abiertas con 24 horas y con las tardes de Radio Nacional permanentemente. Gracias, Juan. Hasta luego. A vosotros.、Gracias. Hasta ahora. Nos decía Juan que a l l í había autobuses. Que estaban trasladando gente, no sé si los están trasladando. Al、eh, Palacio de los Deportes Francisco Pérez, un palacio que se habilita como posible refugio esta noche, ¿no? El actual m o v i s t a r Arena. Sí, efectivamente, es un comunicado de la Comunidad de Madrid eh, que eh, cuenta que se está trasladando a las instalaciones del m o v i s t a r Arena para que los viajeros desplazados puedan pasar allí la noche.、Eh, escuchábamos antes que eran muchas las personas que. Que tomaban los autobuses urbanos a estas horas en, en Madrid, y es que el servicio se ha reforzado, y entre las líneas que más se han reforzado, también informa la Comunidad de Madrid. Que se ha、eh, habilitado más frecuencia en las líneas que conectan el aeropuerto de Barajas con las estaciones、eh, de tren de Chamartín y de Atocha. Y esas son las, las últimas novedades del, del novedades gobierno madrileño que sigue,、sí. por cierto, sigue reunido hasta ahora. Sí, siguen todos los gobiernos reunidos, siguen la, las agendas echando humo y algunas incluso creo que modificándose.、Eh, es así, Lucía, y este hablamos de la agenda de los Reyes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, lo contábamos hace un rato aquí en Radio Nacional que era previsible que la visita de los reyes, que tenían previsto realizar mañana martes a Jaén, Pues se suspendiera y efectivamente el Palacio de la Zarzuela acaba de informar que esa visita de los Reyes a Jaén, prevista para conmemorar el 1.200 aniversario de la capitalidad, ha sido suspendida. Era lógico, además、eh, Andalucía es una, comunidad, una de las comunidades en la que está declarada la alerta nacional, la emergencia nacional, y era bastante previsible que esta visita se suspendiera.、En、esa visita tan esperada para los ciudadanos jienenses, Pues、eh, estaba previsto que además los reyes de, de visitar el ayuntamiento también visitaran las obras de restauración del salón m u d e j a r y de los baños árabes. Pero como decimos, Carlos, pues la actualidad y la realidad se i m p o n e a las agendas y los reyes e s、pues, p u tienen que posponer esta visita que van a realizar mañana. Que por cierto, iban a pasar el día de mañana, 29 de abril, en Jaén, el mismo día que su hija pequeña, Sofía, llega a la mayoría de edad, porque la infanta Sofía, mañana. En su colegio de Gales lo celebrará, si puede, los 18 años cumple. Que estará alucinando, ¿no? Si está viendo todo lo que está pasando en el país, bueno, tanto ella、sí. como, como Leonor. Como su hermana también. Desde luego. En que el barco. Sí. sí, sí. Pues, Lucía, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. b u e no,、eh, cambio de agenda、eh, de casa real y también.、Eh, todo trastocado. Yolanda Flores, que nos llamaba. También、eh, parada a la altura de Calatayud en ese tren que llevaba a esos premios sanitarios. Jordi de esta casa también suspendidos esos premios. Vaya, decía en ese momento: Bueno, vamos a ver si se pueden celebrar. No, no, era muy pronto, eran las cuatro, las cuatro y media, yo creo. Una emergencia nacional que se está solventando poco a poco, pero que tiene una casuística enorme y que iremos contando、uh, con el paso bueno, de las horas. A esta hora nos lo actualizaba nuestro compañero Daniel,、eh, restablecido un poquito más del 50%,、eh, por ciento, ¿no? el 51% con datos de las. las 11 de la noche, y yo quería recordar, ya que estabais con los transportes, que、eh, nos lo recuerda también el Ministerio de Trabajo,、eh, da tres supuestos: quienes no puedan acudir a su centro de trabajo por dificultades en los desplazamientos, quienes no puedan acceder al puesto de trabajo, o quienes acudan a su puesto de trabajo y no puedan trabajar. Por problemas derivados del corte de suministro o problemas relacionados con la conectividad, bueno, pues ante estos supuestos、eh, estarían protegidos y se les debería pagar igualmente el salario de, de ese día. Esto recuerda al Ministerio de Trabajo. Teléfonos abiertos en este especial informativo 900-137-137. Decía Pedro Sánchez que la noche va a ser larga y tanto que va a ser larga, los comités, los gabinetes de crisis、eh, ahora mismo en marcha en todas las、eh, comunidades. Y nuestros teléfonos abiertos y hablamos con Rosa. Rosa, buenas noches. O, hola, buenas noches. Nos habíamos quedado antes a, a medias. Nos estabas contando que estabas preocupada por un,、eh, una pareja de amigos tuyos que, que iba Ida y vuelta a Granada. De Granada sí, iban, iban de Madrid a Granada. De Madrid a para, Granada, sí. ¿Y, y qué sabes para de ellos? ¿Que van a h e r a r a su madre? Pues no sé nada. No sabes、porque、nada de nada ellos. porque no puedo conectar.、Yo、ahora en Triana, en Sevilla, tengo teléfono. Llevo un poquito de w h i s y pero no tengo.、Luz. Para tu tranquilidad,、eh, Rosa, te podemos decir, según hemos escuchado en la comparecencia del presidente del gobierno, que a esa hora de la noche, hace unos 20 minutos, había 11、eh, trenes pendientes、eh, de, de evacuaciones y de rescates. Pero e s t a tranquila, e t porque sobre todo el problema、ya. es de las、eh, comunicaciones. Un rey, un e y Un r e l l o s e visto a f i c t a d o Para d e c i l la d e r u e d a s Uno de ellos ¿Vale? va en silla de ruedas, sí. Vale. El、eh, otro es que es l o m u e r t o la m a d r Entonces, e ellos tienen q de bolsa Madrid、eh, a la bolsa. No, n podré e s e r no sé nada、no、de ellos. ¿eh? Para, para su tranquilidad, Rosa. incertidumbre. Sí, eh, entiendo eh, su incertidumbre, la inquietud, pero para su tranquilidad, sabiendo que uno de ellos va en silla de ruedas, que seguramente quien le acompaña también es una persona mayor, seguro, seguro, estoy seguro de lo que le digo, son los primeros en ser atendidos en este proceso que nos comentaba el ministro Oscar Puente, en,、eh, en estos rescates que se están produciendo, ellos van a ser los primeros, seguro, r o s Que van a, van a atender、eh, los servicios de emergencia. En cualquier caso, pues, si、ya. alguien está escuchando,、eh, nos está escuchando y sabe algo, ¿cómo se, llaman, sí,、eh, ¿cómo no, se no, llama no, él?、No. Josemi y Oscar. Josemi y Oscar. Bueno,、eh, Rosa, estate estando, tranquila estate por tranquila porque ha hecho un repaso el presidente de su comparecencia de la situación actual,、eh, sí, sin no, daños eso, personales no, graves yo, y que se está procediendo al rescate、eso. y a la evacuación de todos、mm. los、eh, pasajeros afectados. Rosa, te mandamos un abrazo muy fuerte, muy fuerte y seguro que más pronto que tarde vas a saber algo de, de tus amigos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Lourdes, te escucho muchas veces. Gracias. Un abrazo, Rosa. Un abrazo. Un abrazo. Es la preocupación lógica. Especial Informativo. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Lourdes Maldonado. Y también en esta noche de radio de transistores. Maite Antona. José Antonio Piñero. Manuel Gazapo. ¿Seguís por ahí, Manuel? No sé si、aquí seguimos. A...、Eh, José Antonio, tú sí si sigues por aquí.、Eh, qué importante es poder acompañar hoy a la gente. Tengo bueno, infinidad de mensajes de gente que me está diciendo,、eh, como nuestra compañera Sandra Ordín, acaba de volver la luz en el centro de Madrid. Vítores, aplausos cuando las luces se han encendido. Qué importante es tener a otro a la escucha. Es decir, que otros nos escuchen, pero nosotros también r e c i b i r ese feedback, ¿no? Poder escuchar、claro. las preocupaciones de los oyentes, porque lo que nos contaba Rosa,、eh, ¿verdad, Lourdes? Es la preocupación de miles de personas. Y Fíjate,、eh, Yolanda Flores, directora de、The、película, me manda un mensaje. Estoy en el tren todavía y aquí pasaremos la noche. Si quieres algo, dime, pues podemos llamarla vamos Yolanda a Yolanda Flores. Vamos, a, hablar con Yolanda vamos a, Flores. a llamar a Yolanda Flores y, y, que, nos, y que nos lo cuente、mm, que la nos situación, cuente porque que... fíjate, hablábamos con ella hace más de siete horas, ¿puede ser?、Mm. Eh, vamos a intentar ya,、eh, llamarle, compañeros, si os parece.、Mm, sí, además a... recordaros lo que ha dicho el presidente, ¿no? que hay todavía 11 trenes en zonas inaccesibles. Quiere decir que lo mismo Yolanda estará、mm, en una zona. Que... Uno de esos trenes, nos decía Luis v a l l e s que era entre Cuenca y Valencia. Eh, o dos de ellos h a b l a b a de la zona de Cuenca y Valencia,、eh, pero habrá que saber. que saber en cuál se encuentra nuestra querida Yolanda. Tenemos también、sí. eh, a, un, a uno de sus oyentes que está en Benalmádena, en Málaga. Rafael, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su casuística? ¿Tiene usted luz? ¿Qué, qué nos cuenta? Pues mira,、eh, ahora mismo estamos sin luz.、Eh, recuperamos la luz sobre las seis de la tarde. Pensábamos que se había recuperado. Ya todo el tema de la luz y, y todo bien, pero a las nueve de la noche otra vez hemos tenido、otra、otro、vez. corte. Otra vez, entonces lo que, es lo que nos preocupa: que no sabemos quién、si、es esta solución, que va siendo poco a poco, o volvemos otra vez a tener problemas.、Uh -huh. eh, intuimos, es una pena que no esté el experto para explicarnos por qué se está produciendo esto, pero intuimos que en ese llenar los vasos comunicantes y recuperar el flujo eléctrico, poco a poco、eh, pueden producirse también、eh, esos desajustes que se puede、eh, cortar y volver en algún momento dado.、Eh, Rafael, ¿su situación cómo es?、Eh, ¿Está usted ahora sin luz? ¿Tiene teléfono? Pero、eh, está bien, está、eh, digamos, comunicado y acompañado. Estamos, estamos bien, estoy con mi mujer, estamos en casa, estamos todo bien, todo tranquilo. Y, y claro, nos preocupa también que tenemos animales en un campo cercano aquí. Y bueno, hoy hemos tenido que ir a, a revisarlo porque tenemos, lo tenemos todo con luz, lógicamente, para el tema de la alimentación. Y, y es preocupante: esa, esa zona que, que es Cartama está todavía sin luz. Lo、claro, aporta que todavía está sin luz también. En eso, es fíjese en eso, no habíamos ni, ni pensado en cómo estarán、eh, animales en esas granjas, porque、eh, al cortarse la luz se corta en todas partes. Nosotros hoy estamos pendientes de, de lo personal, pero claro, usted nos decía que tenía animales y seguramente tiene、eh, cosas también、eh, automáticas para darles de comer o algo así, o para que ellos tengan luz. Correcto, tenemos, tenemos, tenemos estos automáticos y, y, claro, esos animales, pues en cuanto no hay luz y、si、tenemos unas baterías que, que nos aguantan un tiempo, unas horas, pero desde hoy, desde las d o s y media, tantas horas, no nos aguanta eso.、Uh -huh. Entonces, bueno, sí es verdad que es un problema para pa la gente que, que en el campo tiene animales, toda esta situación. La gente del campo, ¿eh? Claro, claro. la Entonces, gente del campo.、Eh, un recuerdo cariñoso desde aquí, todo nuestro apoyo. ¿Y cómo van.? Eh, ¿Los nervios, el ánimo, por esta situación insólita,、eh, esa preocupación por vuestros animales, la preocupación por vosotros, e s e vuelta a la luz y vuelta al apagón, cómo están los nervios y el ánimo? Bueno, el, el ánimo, la verdad es que ha sido algo caótico. Nos ha sorprendido que cuando esta mañana nos habíamos enterado que estaba pasando a nivel nacional, pues sí que, que nos preocupaba bastante y por los animales principalmente. Pero, pero bueno,、eh, se, lo intentamos de tomar todo con, con tranquilidad, escuchando la radio que hemos vuelto a, a esta radio de pilas, que no se puede perder las casas. Yo siempre digo que esta radio hay que tenerla pues, por esto, porque gracias a vosotros pues, estamos informados.、Eh, estamos muy, muy comunicados con internet, pero, pero la información al final nos la da una radio con pilas,、eh, que se agradece, la verdad. Pues、eh, Rafael, siga pegado a la radio y gracias por haber estado en directo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, un abrazo fuerte, mucho ánimo. Gra gracias a vosotros, muchas gracias, buenas noches.、Ay. Sigan llamando 900-137-137, les estamos escuchando y les necesitamos, necesitamos escucharles porque hay preocupación en muchos de ustedes y nos dan. Esa otra visión. Nosotros llevamos horas metidos en un estudio que por minutos se ha venido a negro, que se ha apagado,、eh, que hemos visto、uh, algo que nunca había pasado y es. Que se hacía el silencio en la radio, pero ese silencio lo rompen también ustedes, lo rompen trayéndonos esas nuevas ideas, como por ejemplo qué está pasando en el campo, qué está pasando con los animales, con esas granjas que están、eh, automatizadas, qué pasa con esos animales. Sin duda, y esperemos que haya responsables que estén en ello. Y quiero saludar ahora mismo en directo también a Francisco José Guirao, director de Defensa y Seguridad y Aeroespacial de Atrevia. Francisco José, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues、eh, pegado a la radio,、uh -huh. como, como todos, yo creo, en、uh -huh. los momentos importantes de este país. Es un momento importante, es una situación insólita y es un asunto también de defensa y seguridad nacional. Decíamos que se han desplegado 30.000 agentes para garantizar y reforzar la seguridad durante la noche,、eh, pero ya estamos hablando también de un tema eh, serio: eh, eh, el tema de la electricidad y de que un país se haya quedado a oscuras. ¿Esto usted cómo lo valora como director de defensa y seguridad? Es lo que llamamos un cisne negro. Es un evento sorpresivo, sobre todo visto en retrospectiva,、um, de poca probabilidad, pero alto impacto.、Uh, pueden tomar forma de grandes atentados terroristas, de pandemias, como hemos vivido, o、eh, lo que acaba de suceder, que no estaba, o estaba en pocas, en pocas previsiones. Eh, sobre el tema de la seguridad、eh, de noche, yo lanzaría un mensaje de tranquilidad en el sentido de que, por supuesto, el manual dice y el Ministerio del Interior, obviamente, hace muy bien en, en prevenir, pero es cierto que, bueno,、eh, nuestro país, entre otras cosas,、eh, bueno, pues, eh, tiene una serie de características que, que hace que podamos estar un poco más tranquilos que si estuviésemos en, en otras latitudes. Pero,、eh, bueno, es una cosa que era de difícil previsión, pero que ha sucedido. Y que en el mundo en el que estamos, y es de lo que estáis hablando un poco todas estas horas en Radio Nacional, pues、eh, con toda la digitalización y toda la dependencia que tenemos、eh, de determinados、eh, sistemas, pues cuando caen. Caen y nos hacen mucho daño. Nos decía、eh, el presidente, decía al país hace un momento que todas las opciones estaban abiertas y comentaba José Antonio Piñero, uno de nuestros analistas, que en realidad solo hay dos opciones, solo estamos hablando de dos opciones: de que esto se trate de un accidente, de un incidente y una fatal casualidad o. Que se trate de algo premeditado, algo buscado y que sería pues, un atentado terrorista en toda,、eh, en toda su magnitud contra una infraestructura、eh, crucial. ¿Comparte ese análisis? Sí, sí, desde luego, desde luego. O fallo o hecho deliberado. Con un matiz:、um, si es un hecho deliberado,、um, una acción así no está al alcance de cualquier grupo、uh, de hackers. Eh, esto, por fuerza de ser un hecho deliberado, tendría que tener atrás un, un actor estatal, porque esto,、eh, incluso los legos pueden entender que no se planea de un día para otro, que no lo hace un, cualquiera desde su cuarto con un ordenador.、Uh, y、eh, dada la profundidad, la seriedad、uh, y la magnitud del ataque, esto de ser deliberado, insisto, y es verdad que hay muchas razones para pensar que es complicado que no sea deliberado. Ah, está al alcance solo de, de un, una serie de, bueno,、pues、de, de actores estatales, insisto, que se pueden llamar de manera informal en, en, en geoestrategia, en relaciones internacionales, los sospechosos habituales、ah, que, podría, que podrían estar detrás de esto. Claro, lo que pasa es que es cierto que, como efectivamente ha dicho el presidente,、ah, Red Eléctrica está investigando. No sé cuándo ni si sabremos la, la verdad, porque esa es otra cosa, el tema de la atribución. Este tipo de acciones, pero, pero tardaremos de saberlo, tardaremos en saberlo.、Seguro. Tardaremos en saberlo. Se ha deliberado o no, se podría haber evitado, o quizá en las horas previas, los días previos, había alguna señal en la que teníamos que, que haber caído. Es muy buena pregunta y además es, es obligada, yo creo. Cuando sucede algo, podríamos haberlo evitado, además, algo de esta magnitud. Yo tengo que decir que, hasta donde yo conozco las,、eh, lo, el, los sistemas y, la, y las redundancias y tal y como está planteado el sistema eléctrico eh, español, eh, estamos hablando de, un, de un, una red de, y de un sistema、eh, absolutamente serio y de primer nivel, obviamente. Esto entronca en con mi anterior respuesta. No cualquiera. Puede、eh, conseguir lo que se ha hecho hoy en España. Entonces,、um, eh, es una red, de, es decir, no, no estamos en, en un país en vías de desarrollo, ni en el tercer mundo, ni muchísimo menos. Entonces,、eh, es, un, es un sistema que tiene. Eh, determinados eh, procesos de seguridad,、eh, como el llamado N-1, en el momento en el que cae un, un, un generador, un, un nódulo generador de electricidad salta otro automáticamente,、eh, está por redes, es decir, es muy complicado que caiga todo el país como ha caído prácticamente en esta, en esta ocasión,、eh, porque todos hemos conocido apagones, pero se iba la、eh, luz、pues、en un barrio, se iba la luz como mucho en una ciudad, pero no en todo el país. Entonces, Es de tal magnitud y de tal complejidad haya sido un fallo o haya sido un ataque que yo no sé hasta qué punto, lo tendrán que decir los expertos, lógicamente, y red eléctrica. Yo tengo muchas ganas de escuchar a red eléctrica, tendrá que, tendrá que hablar, pero no sé hasta qué punto podemos empezar a darnos golpes de pecho sobre、eh, lo, lo evitable y lo desastroso cuando no creo que sea el caso de verdad. Y desde su experiencia,、eh, ¿algún precedente? Aquí、eh, en España, es que, en nuestro es país. Que está, es que, está, no, es que no, no, no, no lo hay. Nada、eh, parecido.、No lo hay, eh, nada、ficción. similar. La ficción, Lord, u es que en muchas ocasiones es la mejor forma de avanzar、eh, lo que sucede luego en la realidad.、Eh, hay alguna serie española incluso que trataba con un apagón total, un cero absoluto, que es lo que se llama. Nosotros, por ejemplo, hemos、eh, preparado algún. Eh, operador estratégico español en comunicación de crisis, y lo que más temen las energéticas es, es, es lo que ha sucedido, es este cero.、Eh, el, el, el, que, el dejar sin luz, sin electricidad a todo un país o, en, o una zona en concreto, pero vamos, en este caso ha sido todo un país. Entonces, los antecedentes p a s a un poco igual que con la pandemia. Podemos hacer analogías, pero antecedentes es complicado. Lo que yo decía antes, todos hemos vivido el apagón en nuestro barrio o en nuestra ciudad como mucho. Y para de contar. Y ahora,、eh, Francisco José Guirao, director de Defensa y Seguridad Aeroespacial de Atrevia,、eh, ahora lo urgente es recuperar el suministro eléctrico, pero también la seguridad en las calles de los satélites, de las comunicaciones. Es decir, esto、ah, de alguna forma,、eh, y sea lo que sea la, la cuestión, sea lo que sea cuál haya sido el problema, lo que demuestra es que、eh, España es vulnerable, porque si no, esto no habría pasado. Claro, claro, pero lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta también que la seguridad absoluta no existe. O sea, nosotros, y además específicamente como españoles, somos en muchas ocasiones poco conscientes de los riesgos、eh, que, que un poco a los que estamos sujetos, ¿no? Por estar donde estamos, por ser quienes somos, el, el, todo, la circunstancia que tenemos, eh, es, eh, geográfica y, y demás.、Eh, yo, yo sé que la prioridad ahora mismo, por supuesto, es el restablecimiento, y así lo han dicho las distintas autoridades, de, del suministro al 100%. Eh, estamos contando con, con la ayuda de, de nuestros vecinos, que eso siempre está、eh, muy bien.、Um, pero efectivamente es que es así: es decir, la, la seguridad absoluta no existe. Somos vulnerable, vulnerables, sí, claro, por supuesto. Pero hoy más que ayer. Menor... Más que ayer. Eh, eh, pues una de las líneas es cierto:、eh, ahora que lo comentas, una, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esto. Que podemos haberlo visto como, bueno, ya he vivido una pandemia, ya he vivido una crisis mundial, no sé qué, ya he vivido un apagón en todo el país. Esto puede volver a suceder, sí, sin duda. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta, y que nuestros ingenieros, no me cabe duda, que estarán atentos a ello, es el componente resiliente de este asunto, que no haya dañado nada que nos haga más vulnerables, pero que este tipo de cosas pueden volver a suceder. Yo lo comentaba con unos compañeros periodistas esta tarde. Eh, por alguna razón nos hemos olvidado de que hace poco tiempo, unos años, durante toda la mañana, creo recordar,、eh, y esto sí que fue indubitado que fue un ataque,、eh, en este país no se pudo pagar con tarjeta y eso、eh, cortó muchísimas operaciones y supuso un daño económico importante. Pues nos habíamos olvidado de eso. Parece que, no sé,、eh, que, que, que nos olvidamos muy rápido de las cosas y que cuando se nos dice que hay muchas más formas de que nos puedan agredir. la gente que quiere afectar a nuestro modo de vida y demás. Pues parece que no, no lo entendemos muy bien. Pues es, son este tipo de cosas las que pueden pasar y más. Precisamente con ese aumento del gasto en defensa, ...el muy criticado, por cierto, porque no va a pasar por el Congreso, el presidente del gobierno explicaba que en esa estrategia de invertir más en defensa estaba esa estrategia que él denominó 360, frente a lo que se denomina un rearme. Pero esa estrategia 360 incidía precisamente. En la seguridad, en infraestructuras、eh, en, pues, eh, energéticas, en infraestructuras、eh, primordiales, también en ciberdefensa. n o Es decir, el concepto de la seguridad, de la defensa, tiene que modificarse a partir de ahora, no a partir de lo que ha pasado, sino tiene que adaptarse a los nuevos retos, a los nuevos riesgos. Bueno, la estrategia de seguridad nacional, que se revisa cada poco tiempo,、eh, es uno de los vectores de riesgo que viene, que viene apuntando. Um, lo que pasa es que vuelvo a lo anterior.、Eh, en general, los españoles, y por eso es tan valioso el tipo de contenido que yo creo que estáis haciendo ahora mismo en Radio Nacional, y os lo, tenemos, yo, yo os lo tengo que agradecer como ciudadano. Simplemente,、eh, yo creo que a la, a la sociedad española se le hurta ese debate, o se le ha venido hurtando、eh, gobiernos de todo color y todo signo,、eh, sobre precisamente eso, los vectores de riesgo. Entonces,、eh, sí, es que siempre estuvo encima de la mesa、eh, la vulnerabilidad, pero no solo. De, de nuestras redes energéticas, por ejemplo, la seguridad marítima en un momento determinado. No hemos pensado en ello, pero España también importa y exporta bienes a través del mar. Bueno, pues los buques en un momento determinado pueden estar sujetos a, a problemas y a, y a disrupciones y mucho otro, muchos otros tipos, unos que se pueden ver venir, otros que no se ven venir, como yo mencionaba antes lo del CIS n e negro y como nos pasó a todo el mundo con, con la pandemia. Pero lo más importante es que seamos conscientes. De que hay,、eh, lo, lo que comento, vectores de riesgo que nos pueden afectar y que deberíamos estar lo más p r e p a r a d o posible para ello. ¿Tenemos personas? ¿Tenemos gente inteligente, si me lo permites, en muchos estamentos de la sociedad para hacerlo frente? Sí, sí, sí, desde luego, sí. ¿Tenemos medios? Pues poquitos.、Uh, y a lo mejor eso es lo que deberíamos empezar a pensar, hacernoslo mirar, y, y deberíamos estar todos un poco más de acuerdo que deberíamos mirar un poco más por nuestra seguridad en general, seguridad、eh, nacional, que no deja de ser. Eh, algo que por supuesto incluye la defensa, pero que no deja de ser la defensa, valga la redundancia, de nuestro modo de vida. Pues Francisco José Guirao, director de Defensa y Seguridad Aeroespacial de a t r e v i a Gracias por haber estado en directo en esta noche de transistores en Radio Nacional, Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior. Buenas noches. Gracias. Buenas. Gracias a vosotros y gracias por vuestra, por vuestra labor. Y Maite Antona, ¿tenemos alguna actualización también de la situación de hospitales del Ministerio de Sanidad que tú controlas y muy bien、sí. para Golpisa y que hoy estamos aprovechando servimedia, servimedia. para Servimedia y que hoy estamos aprovechando muy bien aquí? Es una, es un, en las redes sociales, la ministra de Sanidad ha dicho que el Sistema Nacional de Salud sigue operativo, sin incidencias graves y seguimos trabajando con las comunidades autónomas para reforzar la asistencia allí donde sea necesario. Dice, aunque los servicios de salud están reorganizando la Actividad para dar prioridad a los casos urgentes, la asistencia se mantiene y algunas intervenciones no urgentes se、sí, están sí, sí, reprogramando con normalidad. En situaciones como estas, ¿no? dice que unos pocos intentan aprovechar el miedo, sembrando el ruido y la desinformación, pero que la red hospitalaria ha mantenido su octavidad gracias al compromiso de los profesionales. Efectivamente, esos profesionales que nos cuidan.、Excelente、y q u e s i e m p r e Esa、gracias. es una de las buenas noticias. Y tenemos información también de última hora, Casa Real, Lucía. Y este te escuchábamos de fondo,、eh, te colabas por nuestros oídos y、ah. en las radios <risa> y los transistores, Lucía, información de la Casa Real también、eh, actualizando、sí. a minuto a minuto. Lucía, ¿qué nos cuentas? Sí, sí, os cuento. Además, es una noticia que nos acaba de llegar: que el rey ha estado hablando esta tarde noche con el presidente del gobierno. Les decíamos que han estado en contacto todo el día, pero han acordado ambos dos, Felipe VI y Pedro Sánchez, que el rey, don Felipe, presida mañana. Eh, por la mañana, una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional, pero que se va a celebrar en el Palacio de la Moncloa. Eh, nos dicen desde Zarzuela que Felipe VI va a presidir esta reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Moncloa para facilitar la operatividad de este Consejo, dadas las circunstancias especiales. Así que, por primera vez, el Rey va a presidir un Consejo de Seguridad Nacional. De hecho, hace unos días lo presidió también un Consejo de Seguridad Nacional, digamos, ordinario, no extraordinario, como el que va a. A suceder mañana en el Palacio de la Zarzuela, que es donde se reúnen pues justo antes、eh, de, de ir a Roma, yo creo. O sea, que y, sería la primera se... vez que, que el rey se claro, traslada a Moncloa para facilitar Moncloa, el, el operativo y la logística.、Uh -huh. Efectivamente, nos ha sorprendido. Eso era lo que yo estaba preguntando.、Eh, digo, en Moncloa, Moncloa es seguro, porque claro, el, el mensaje llega desde el Palacio de la Zarzuela, nos lo acaban de, de enviar, pero dice eso: que el rey y el presidente del gobierno han acordado que Don Felipe. presida mañana por la mañana en el Palacio de la Moncloa la reunión del Consejo de Seguridad Nacional para facilitar esa operatividad del Consejo, dadas las circunstancias especiales que así lo aconsejan. Pues, Lucía, hay esta información en directo. Gracias y minuto a minuto actualizando toda. Gracias, hasta luego.、Ah. h u e g o s Pues es la, es la última hora, el tercer,、eh, la tercera reunión del Consejo de Seguridad Nacional、eh, mm. en estas en horas. horas eh. Eh, claro, en pocas horas, en pocas horas、eh, porque se van a cumplir、eh, camino de las 12 horas del apagón. Fíjate que nuestra compañera Sandra Ordín nos decía en ese especial informativo、eh, que hablaban al principio entre seis... Entre 6 y 10 horas para restablecer todo el suministro, para recuperar esa ansiada normalidad. ¿Va a ser algo más? Van a ser, Va a algunas, ser, más. Van a ser algunas más.、Eh, sin duda, José Antonio Piñero, ¿cómo valoras todo lo que estamos contando? Lo que decíamos, ¿no? La importancia de que haya otros al otro lado también contándonos qué les pasa, porque、eh, cuando pasa algo. En cada punto de, de España, pues es difícil tenerlo todo controlado, ¿no? Y los oyentes. Por e n o tiene el corazón partido de estar, de estar ahora、mm -hmm. en, en, en su domicilio, ¿no? Como, como periodista r a d i o f ó n i c o de toda la vida en antena por estos días históricos, ¿no? Que p e r e c e mucho vivir en una reacción porque se recuerdan siempre, ¿no? Y luego son batallas que uno se lleva luego a los encuentros con los compañeros, ¿no? Eh, pero a, además de esta, de, de esta de esa espina periodística,、eh, me, no es contra una batalla,、eh, creo que estamos de día de experiencias personales y ya, y ya es casi medianoche. ¿no?、Eh, uno es profesor universitario y, y, y me están escribiendo alumnos que están escuchando ahora a Radio Nacional de España y que, claro, me recuerdan la pregunta que siempre. Prácticamente siempre formulo en los exámenes parciales y finales de, de la asignatura de radio y de podcast, al menos en el CEU. Lo digo porque es un, es un punto que regalo, ¿eh? que es la noche de los transistores.、Mm -hmm. eh, entonces, claro, hoy, hoy o sea, una. después. De,、eh, ya, ya, ahí hay un punto regalado, ya, ¿no? Es que con un bonus extra para los oyentes de la radio, ¿no?、Eh, como tantas buenas cosas que ha pasado a, a la gente que ha escuchado siempre con un transistor y con las pilas, ¿no? Lo que, que contábamos de verdad, ¿no? Eh, así que sí,、eh, es decir, parece mentira que en pleno siglo XXI, en 2025, este medio de comunicación tan pequeñito, con unas pilas y por ondas, se cuele en todos los rincones del país, ¿vale? a pesar de las dificultades técnicas que varias cadenas, no solamente públicas, sino también comerciales, han tenido para mantener la antena ¿no? y los postes y los repetidores, pero aquí ha estado informando verazmente para un medio de comunicación que ciertamente hoy no se ve. Porque hoy lo que llamaba la atención de todas las partes, de todos los centros comerciales, hostelerías, en la calle, tal, en casa, es que la pantalla, la gran pantalla de televisión negra, plana, ahora tan moderna, estaba en negro. Estaba apagada y los teléfonos, en mi caso, como ya sabéis todos los de producción, estaba totalmente muerto. Me han llegado como 150 mensajes de una、eh, al, al teléfono móvil en, en un rato. ¿no? La... No、estoy... De、eh, com... com... mí son 75, igual. La información, <risa> desde luego, es, es lo primero. Qué, qué, qué bonito eso que estás、eh, contando de, del、claro. servicio público de la radio esta noche maravillosa de los transistores. Bueno, eh, maravillosa eh, a pesar de, de, de las circunstancias.、Mm. Eh, que esperemos、eh, estemos cerca de. de Que se solucione、eh, teléfonos abiertos y esa relación con el oyente, escuchar al oyente en esta radio de todos a, a punto de llegar a la medianoche en un día muy largo. La noche va a ser larga, pero el día también está siendo muy larga. Y vamos a, a escuchar a Pilar que nos llama, nos llama de tu tierra,、mm -hmm. de tu tierra,、eh, Carlos, de nos llama desde Murcia. Hola, Pilar. Hola, buenas noches. Pues sí, estamos en Murcia. Y cuéntanos, y estamos, ¿dónde estás? Mira, ¿Cómo estás? Estamos en el centro comercial Nueva Condomina. Somos unas siete familias que llevamos coches eléctricos y nos hemos quedado aquí, pues bueno, porque había que cargar, no podemos continuar. Fíjate. Y esto es un centro comercial, llegamos sobre una y media. Entre doce y media a una y media ha ido llegando la gente. Y durante el día, pues hemos podido acceder al centro comercial, pero como no había luz, pues han ido cerrando los comercios, bueno, lo como han podido. Y a las nueve y media han cerrado el centro. Dentro hay guardias de seguridad. Les hemos pedido, por favor, que nos dejen entrar al servicio, porque aquí hay familias r e que llevan niños. En fin, una persona embarazada que ha tenido que irse a Murcia pues, a ver si podía ir a algún sitio. Y nos han dicho que, ¿no? Y nos tienen, <ríe> nos tienen tirados aquí en la puerta. Yo soy de Valencia, he vivido La Gana y esto era como un poco de respiro. Y no entiendo cómo un centro comercial no nos puede dejar entrar al en servicio. O sea, ahora mismo, es, Pilar, o sea, por lo, por lo tanto, ahora mismo, esas siete familias que comentabais estáis fuera en la puerta sí, del centro coches, comercial. Sí, unos coches a pasar la noche hasta que podamos cargar y poder volver a casa.、Le、hemos explicado la situación. Le hemos dicho, pues bueno, que solo queríamos durante el día, les hemos comprado pues, lo necesario. Y que solamente queríamos acceder al baño porque hay peques y bueno. Pues, hay niños es que、no、hay pequeños, baño, ¿no? niños muy pequeños. Sí,、eh, bueno, pues a l g uno se s ha n marchado, ha llamado a un familiar que ha venido a recogerle, pero llevaban aquí todo el día y ellos piensan que están aquí y no saben que se han marchado. No, no, no, no, hay otra niña también no, que ellos no se han podido ir porque son de Castellón y les hemos pedido, vamos, por favor, y ellos están dentro porque son seguridad del centro. Y realmente solamente queremos en un momento dado、pues、poder acceder al baño, que vengan con nosotros, vamos, que vean que no vamos、sí. a robar nada、sí. y que esta es una situación excepcional.、Mm. Yo entiendo, mira, en la lana nos ayudamos como pudimos y esta es la situación. En los coches hemos compartido comida,、bueno. bebida, pero me. Es verdad, Pilar, que es una pena, porque es un caso aislado de todo lo que estamos contando en las últimas horas. De que, al contrario de lo que cuentas, todo el mundo está arrimando el hombro, ayudando.、Claro, claro. eh, lo sentimos muchísimo.、Eh, o sea, que os espera、muchísimo、pasar la, la noche en el coche. ¿Habéis podido cenar algo? Pues nos habíamos comprado algo durante el día y fuera, pues compartimos entre nosotros lo que, pues, lo que sea,、no. lo que se necesite. Pero es que ellos están dentro y nos atajan. v a m o s cinco、bueno. segundos para acceder. ¿eh? Gracias. Es el por... el centro comercial Nueva Condomina. Pues apelamos desde aquí al centro comercial Nueva Condomina. Pues m u c h a s ¿no? gracias. O al menos a Protección Civil que se acerque para cualquier cosa que podáis necesitar esas siete familias. Os、pues、lo agradecemos muchísimo. No podéis volver, a, claro, a Valencia hasta que no estén cargados los coches. Sí, no, aquí todavía no hay luz. e h、mm. no, no funcionan todavía los cargadores. Sí.、Mm. Pero esperamos、ánimo. que pronto se restablezca, claro, hay que tener paciencia.、Mm. Por, eso, por eso hay que ayudarse en una situación así. Así es, Pilar, te mandamos、Con、un abrazo gracias, inmenso、eh. de todo, todo el ánimo. Fíjate cuando hablas de las casuísticas,、eh, Carlos,、pues、no habíamos a, a, pensado no, en los coches、querido. eléctricos.、Eh, es verdad. Cada oyente nos da claves nuevas porque la casuística son millones. Los, las granjas de animales automatizadas、eh, que dan a los animales en determinadas horas esa. l Alimentación, a los coches eléctricos, la cantidad de gente que se ha quedado tirada hoy, como nos hemos q u e d a d o en las propias casas, donde、eh, casi casi nada funcionaba. En mi casa, prácticamente nada. No sé deciros algo que f u n c i o n a b a No tenías, gas, ¿eh? no tenías no, gas como yo. Ni gas,、sí. ni、claro. agua caliente. No, eso es decir, hoy la ducha ha sido sí, sí. bien fría, pero bueno, comparado con lo、yo、que.、No、estamos... Yo no tengo ventana en el cuarto de baño、mm. y ha sido una odisea. Darse cuenta de que hay que llevar también velas o hay que llevar una linterna, el teléfono móvil, tal, porque efectivamente no había forma de ver nada dentro del cuarto de baño sin ventana, claro. Bueno, yo tirando para casa, acaba de venir la luz en mi zona, ¿va? así que cuando vuelva hay luz.、No、enhorabuena. i e n enhorabuena. Actualizando el grupo、si、de trabajo. Si es、familia. que te dejo volver. Bueno, yo、que、aquí estoy la, en encantada. Aquí ¿Me aquí? escucháis, compañeros? De la casuística, ahora、sí. que entraba esta pobre oyente, digo pobre, entre comillas, ¿no? mm. mucho ánimo ¿no? a todos los vecinos que están ahí, a todas las familias, ¿no?、Eh, es cierto que en, en mi Propia calle toda la tarde que había pues, un t r á s i c o de vecinos preocupados, los que no sabían qué hacer, porque claro, no se habían podido ir ni a comer ni tal, eran los que tienen un comercio con la puerta automática,、claro. eh, con, con la puerta automática subida, que decían: Pues si no vuelve la luz, yo de aquí no puedo marcharme porque, claro, no, no tiene ninguna seguridad. Mi local, la alarma tampoco funcionaba y, y, y va a hacer guardia allí. Entiendo que, bueno, a medida que por lo menos en la capital, progresivamente, algunas zonas está volviendo el, el fluido eléctrico, pues perfecto, ¿no? Pero pienso en todo el país, pienso en todas las zonas quizá más pequeñas, más rurales, donde quizá el fluido eléctrico, por lo que sea, no ha podido volver y que tengamos efectivamente autónomos o que tengamos a familias que tienen un, un, un negocio, un comercio un local、eh, y que no pueden marcharse porque tienen que dejar la, la puerta abierta y q u é hacen. a、claro, es o s í es. Esos son casos, desde luego, que, que vamos a ir conociendo según、mm. avancen las horas. Porque, bueno, ¿qué os imagines qué va a pasar mañana cuando despertemos?、Eh, ¿No habrá sido un mal sueño? ¿Por dónde irá、eh, el suministro? Mañana, al igual que en otras crisis, empezarán los porqués y empezará la petición de asunción de responsabilidades. Porque sea cualquiera de las dos opciones que hemos puesto sobre la mesa: un Ataque o error. Ataque, error, accidente. Eh, esto no debería poder pasar en ningún país del mundo. Es verdad que la seguridad 100% no existe, pero、eh, esto es、eh, bueno, muy fuerte, como está siendo、eh, la reacción y como está siendo la afectación por población a, a toda España.、Eh, mensaje de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en X, dice que el gobierno. De la Comunidad de Madrid está siguiendo todo a través de 112 Comunidad de Madrid. 75 de 179 municipios han recuperado el suministro eléctrico. Mañana todos los taxis. Y VTCs podrán salir a dar servicio como los autobuses interurbanos que se refuerzan. Porque recordemos que en Madrid no todos los taxis pueden funcionar todos los días, pero mañana todos los taxis y VTCs podrán dar servicio. Metro se está preparando para funcionar cuando vuelva el suministro. ¿Eh? En cuanto haya electricidad, volverá el metro. Será también de forma, imagino que escalonada, porque habrá que coordinar todo, pero、eh, irá poco a poco volviendo. Y las personas acumuladas en Barajas, Atocha, Chamartín tienen donde pasar la noche. En hoteles o en el Movistar Arena les están poniendo un servicio de autobús para ese desplazamiento. Las infraestructuras críticas protegidas, canal, hospitales 112 y metro. Y los pacientes de ELA podrán dormir en el centro diurno del cendal, como también quienes necesiten asistencia con oxígeno. Bueno, el hospital Sendal también lo, lo, lo reabren y recordemos que el Cercanías, lo anunciaba, lo avanzaba antes Dani,、eh, será gratuito, será、uh -huh. gratuito el acceso al Cercanías una vez que se restablezca, que será ya mañana. Sí, también hay otro dato que dice que en la Comunidad de Madrid, 75 de los 179 municipios de la, re, de la región han recuperado de momento el suministro eléctrico.、Uh -huh. O sea es que, se, fíjate que a mí me había parecido que había avanzado muy poco en el rato que estamos aquí, del 50 al 51, pero todavía en, en, en la Comunidad de Madrid quedan más de 100 municipios、uh -huh. en los que no hay luz. 100 municipios、verdad? todavía sin luz. 1 0 n municipios sin luz. Y、eh, destacaba el presidente Pedro Sánchez en esa rueda de prensa, bueno, en esa.、Eh, Comunicación, porque no ha admitido eh, preguntas, eh, hablaba de la disparidad. De la vuelta、sí. de la electricidad al país, donde había zonas y comunidades donde hasta un 90 y pico、sí. por ciento, 97 por ciento, se había recuperado y otros, otras zonas o otras comunidades donde solo se había pues,、eh, recuperado、sí. un 15 o un 16 por ciento. e s i t u a c i ó n es asimetría, esa asimetría、eh, que, que lo veíamos desde luego、eh, al poco de empezar este especial, que enseguida el norte y el sur eh, recuperaban. Eh, teléfonos abiertos, queremos escuchar a los oyentes. En esta radio de todos,、eh, Roberto. Roberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos llamas de, desde Mollet del Vallés, ¿es correcto? Sí, correcto, sí. Cuéntanos. Mira, pues mira, ahora mismo a oscuras en la calle, cargando los móviles en el coche y viendo pasar patrullas de policía, pero a lo bestia, como nunca, es verdad. ¿eh? Están en la calle. Tengo que decirte que Mollet del Vallés, medio pueblo tiene luz y medio pueblo no tiene luz. ¿Eh? No, sé, no sé cuál es el sistema por el que. Por qué el curioso, que o sea que no,、sí. en el mismo pueblo,、eh, y en tu caso,、eh, tu zona donde vives sigue sin luz. Sí, y te puedo añadir además que la zona que tiene luz la tiene desde las 3 de la tarde. Ah, sí, fíjate, ¿eh? qué curioso,、sí. qué curioso. es, es curiosísimo, pero, pero es verdad que la zona en la que yo estoy,、eh, normalmente en alguna ocasión puntual que ha pasado. Eh, pues somos de los últimos, supongo que será p u e s o y e temas internos de la compañía o, o que a mí se me escapan en este caso. o ¿no? n、eh... Y bueno, y como todo el mundo, pues cargando aquí el móvil. Y, y bueno, escuchando la radio pública, que, jo, que esto de verdad te hace empatizar pues, con todas las zonas, en este caso, todas las zonas de, del Estado y de España. ¿no? Roberto,、eh, ¿cómo has vivido? Bueno, ahora ya vemos、eh, la situación ahora mismo en la que te encuentras, refuerzo policial en, en tu localidad, en m o l l e t del Vallés, que, que tiene la peculiaridad de que una zona tiene luz y otra no. Pero en ese primer momento, cuando ha llegado、eh, el apagón, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas trabajando? ¿Dónde te ha pillado?、Sí. Pues mira, estábamos, estábamos、eh, nada, haciendo cosas, eh, eh, estamos de vacaciones en este caso, y, y estábamos haciendo pues, cosas caseras. Y, y, y nos ha comentado un vecino que había habido un apagón en España y en Portugal. Y bueno, pues nos ha sonado a chino, la verdad, porque pues, pues es de p e l í c u l a n o lo, lo ves de películas, pero vamos, que no te lo esperabas. Y sinceramente, pues luego sí, a medida que han ido pasando los minutos, se ha ido a, a confirmarlo y nos lo ha vuelto a confirmar. Decir, oye, que sí, que sí, que es, que es un apagón y que ha afectado a media Europa y tal. Pues que no te lo crees, ¿no? Y, y bueno, pues, pues que te preguntas que cómo puede ser esto hoy en día. Y solo hay dos cosas que el experto lo ha dicho de maravilla: o actores estatales o. A alguien que se le ha ido la pinza. Habrá, habrá que esperar.、Eh, Roberto, no sé cómo se、claro. plantea la noche. ¿Te vas a retirar pronto ya que estás、eh, sin luz a ver si coges el sueño o, pues, o qué vas a hacer? Pues sí, una vez carguemos los móviles pues, de, de, del coche, pues, pasaremos u e s p a casa otra vez y, y a conciliar el sueño y, y, y a buscar pues, las últimas pilas que teníamos hoy en casa <risas> para e s a r a d i o p o r t á t i l de cifras. Y a ñ a d i d o s p u eso, e s que es una maravilla, pues estar conectados. Ante una desgracia como esta, que, que no pase de aquí, pues con, con, con todos, ¿no? con todo el país, y bueno, pues que, que, que... empatizando un poco todos con todos. ¿no? Ahí estamos, pues pues en la radio de todos.、Eh... Me, me alegro mucho, Roberto, y lo que le voy a pedir es que mantenga el dial, ¿eh? que nos mantenga ahí los próximos días, que sigamos siendo amigos, que sigamos siendo、eh, compañeros de viaje en este devenir de la vida. Roberto, un abrazo muy fuerte. Y a ver si llega la luz también a, a su、uh -huh. zona, a la zona. A la zona buena.、No, al lado, la oscuro, lado oscuro. Al lado oscuro, de lado oscuro de del pueblo.、M、el Moyet del Valles.、Uh -huh. 900, 137, 137 teléfonos abiertos en este día histórico, en este apagón、eh, general del que de momento se desconocen、eh, las causas、eh, que nos mantiene aquí metidos, Carlos, desde hace ya unas cuantas horas.、Uh -huh, eh, servicio público. Y aquí vamos a seguir, vamos a ir dando datos. Enseguida actualizamos datos de recuperación del servicio. Servicio eléctrico, pero、eh, información también útil para muchos ciudadanos. Hablando de casuística, el CGPJ se da un día hábil para quienes no hayan podido presentar documentos urgentes en los juzgados. Es decir, los que tuvieran que presentar de forma urgente documentos en los juzgados tienen 24 horas más para poder hacerlo、eh, sin incurrir,、eh, imagino que en problemas legales. Esa es la última hora. CGPJ se da un día hábil para quienes no hayan podido presentar documentos urgentes en los juzgados. Y de Daniel Hernández con datos de actualización de la restauración del servicio eléctrico. Daniel, ¿cómo va la cosa? Bueno, los últimos datos son de las 23.15, los acaba de facilitar el Ministerio de Transición Ecológica. 53,1% de la demanda energética está atendida. Son 13.000 megavatios redondos.、Eh, 13.000、eh, restablecidas. 494 subestaciones de 680 que tenemos.、Eh, es un 73%. Y lo que sabemos es que el presidente Sánchez, junto a las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Agesen, se han desplazado a la sede de Red Eléctrica pues, para seguir、eh, cómo va ese restablecimiento de la energía. También, también está... Oscar López n o va a estar allí. También el ministro. Ministros Carlópez me dicen、eh, que también va a estar allí y es también relevante. Gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. Eh, 53%. Eh, por ciento. Y recordemos, nos lo avanzaba Lucía Ayeste, mañana el Rey, algo también insólito, se va a desplazar al Palacio de la Moncloa para presidir el Consejo de Seguridad Nacional para hacer seguimiento de, de, este, de este apagón, de este apagón、eh, eléctrico. Lo estamos contando todo, información actualizada en directo en cada momento en Radio Nacional cuando son. Las 12 y 12 minutos, 11 y 12 en Canarias. Especial Informativo. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Lourdes Maldonado. Y vamos a hacer un repaso a todas las noticias del día. El gobierno pretende que este martes todo el territorio español vuelva a tener luz después de un apagón sin precedentes. A esta hora, la demanda que se ha recuperado está ya por encima del 50%. Todavía queda camino por delante, pero el Ejecutivo quiere movilizar reservas de petróleo, distribuir generadores eléctricos en las zonas donde la situación esté más complicada. Pedro Sánchez ha anunciado que la unidad militar de emergencias se va a desplegar y movilizar.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 En ese momento. Así explicaba el momento exacto en el que se ha caído el sistema eléctrico, en el que se producía ese cisne negro, que se ha llegado a ese cero absoluto. En cuanto a las hipótesis, toca esperar. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán.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 Ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. Y en esta vorágine informativa había un dato interesante que todavía no hemos contado: es que entre los apoyos que han llegado a España, recordemos que Francia y Marruecos han enviado energía a nuestro país, también está el apoyo de Ucrania. Pedro Sánchez y Zelensky han hablado esta noche, el presidente ucraniano ha ofrecido su apoyo a Sánchez para afrontar la situación. Después de años de ataques rusos, ha dicho. El personal ucraniano ha conseguido la experiencia suficiente para luchar contra cualquier desafío energético. Sus técnicos o f r e c e están listos, ha dicho Lourdes, para ayudar. Y poco antes, poco antes、eh, Alberto Núñez Feijó、eh, pedía al gobierno que no hubiese, decía, un apagón informativo, que se mantuviese la población actualizada y, sobre todo, garantizar la seguridad. Palabras del líder del PP. Entiendo que es preciso incrementar el nivel de información de la ciudadanía. Todo lo posible, aunque lógicamente nada funciona con normalidad. Y en este contexto es muy importante que el apagón eléctrico no se sume un apagón informativo del gobierno. Además, Fijó ha pedido ir todos a una en bloque para atender a quienes lo necesitan. Ahora, lo más importante es atender a las personas que puedan estar en peligro o en situación de angustia. Y para todo lo demás, habrá tiempo. Mientras estemos en una emergencia nacional como esta, todos debemos estar a una. Y poco a poco, red eléctrica va dando informes. No sé si con mayor asiduidad, no sé si es un deseo <risa> sí, sí, sí. o es una realidad, Daniel Hernández. Sí, sí, ¿Eso sí. puede indicar que de alguna forma se empieza a acelerar el proceso? Desde luego lo está dando con mayor asiduidad. Ahora ya hemos dado un salto. Estamos en el 61,35% de la demanda peninsular、eh, pues、que se está cubriendo. Son 14.000 megavatios. Es verdad que la demanda poco a poco va bajando, evidentemente, a estas horas de la noche. Ya están funcionando el 78% de los parques de subestaciones de la red. De de Transporte 61,35% de la demanda peninsular cubierta.、Eh, datos de las 12 de medianoche, bueno, 61%.、Mm -hmm. Poco a poco, vamos como cuando estás descargando algo y va poquito a poquito. Hace un ¿no? escrutinio o, o, en, unas va... botas, en unas elecciones, como en aquellos y... ordenadores cuando actualizábamos <risa> o instalábamos algún programa. 61% de la red eléctrica empieza ya. A normalizarse. ¿Y qué está pasando ahora? Pues que es noche cerrada ya. En este caso, en España, una de las preocupaciones que ha ido creciendo a lo largo de la jornada la seguridad. El suministro se recupera poco a poco, pero ahora mismo hay 30.000 agentes de policía y guardia civil vigilando que todo transcurra con normalidad en esta noche tan atípica: más patrullas, más alerta, más unidades de reserva, por si fuera necesario. La Generalitat de Cataluña también ha reforzado esa protección. Eh, eh, un, un en 7.000 <equ ips. S 2> agentes de los Mosos que van a reforzar、Lourdes, la seguridad en Cataluña, como nos explicaba en esa comparecencia también el presidente de Cataluña, Salvador Ia. Y en Andalucía, el servicio de emergencias de la Junta manda un mensaje de tranquilidad, aunque asegura que más de la mitad de los andaluces seguirán esta noche sin electricidad. Electric Sevilla, Luis Delgado, buenas noches. Buenas noches. Más del 60% de los andaluces pasarán la noche sin luz. Desde la Junta de Andalucía mandan un mensaje de tranquilidad, ya que inciden. No hay incidencias destacables, aunque se han tenido que reorganizar la actividad asistencial en los hospitales, donde mañana no habrá intervenciones quirúrgicas programadas. Sí que habrá clases escolares con normalidad, salvo cambio de última hora. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, defiende pedir la declaración de emergencia nacional, por lo que se ha insistido al gobierno en que la UME se despliegue en zonas sensibles durante la noche para evitar la. ...la Falta de seguridad. Si ellos consideran que el ejército es operativo para zonas de especial sensibilidad o para dar más tranquilidad a los ciudadanos esta noche en las zonas donde no haya luz, A mí me parece muy positivo y estaría muy bien. O si consideran otra actuación. ¿no? Preocupa la falta de suministro eléctrico en Desaladoras de Almería, donde se abastece buena parte de sus habitantes. También habla Juanmo Moreno de una situación inédita y pide investigar para que no se vuelva a repetir. Gracias, Luis. Las estaciones son otro punto de la noche. La UME ha auxiliado a 35.000 pasajeros. Estaciones de tren que estaban atrapados en más de un centenar de trenes. Lo han contado algunos en directo a lo largo de estas horas de radio, aunque. Hasta ahora todavía hay 11 trenes parados, Lourdes, esperando a ser desalojados. Sí, se espera que, que, este, que este martes los trenes de larga y media distancia、eh, mañana retomen los viajes y el cercanías cuanto antes. Para todos aquellos que se hayan quedado a mitad de camino, atención porque las estaciones de Atocha, Chamartín, Sanz, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Málaga, Pamplona, Cap de Tarragona, Tudela, Santiago, Zamora y León. Y también la estación de, de Valencia, la de Sorolla, Joaquín Sorolla, permanecerán abiertas toda la noche. Además, las líneas del metro de Barcelona. Atención, que ya han sido restablecidas, van a funcionar durante toda la madrugada. Otro de los puntos que van a recoger a quien tenga que pasar la noche fuera de sus casas es el estadio Movistar Arena, el antiguo palacio de los deportes de Madrid, Carlos. Pues nos vamos a ir hasta la madrileña estación de Atocha porque seguimos con nuestro compañero Juan Martín desplegado allí con algunos de los que están a punto de meterse en un saco de dormir o se están tapando con una manta de protección civil o de Cruz Roja. Juan, adelante. Estamos fuera en el exterior de la estación de, de Atocha, aquí empezando a, a pasar la noche con uno de los usuarios. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. ¿Tu nombre? Diego Rejón. Diego. ¿Esperabas t e e r n e n Diego?、Eh, teníamos un tren a las 5 de la tarde. ¿Para ir a Para ir a ir Barcelona? Para volver a Barcelona, donde habíamos v e n i d o por la mañana. Eh, el problema que nos encontramos es que, aparte del, del, del apagón, que esto ha sido una, una historia terrible, es que llegamos aquí a preguntar a Irio, que es quien nos ha vendido los billetes y que nos tiende a organizar algo para mañana, y no hay nadie. O sea, es, es una vergüenza que un servicio que nos han vendido como que、eh, por venir empresas nuevas, extranjeras y tal, que esto iba a mejorar, y resulta que no hay nadie, solamente están los de Renfe. Que están informando lo que pueden. Y esto, esto no es de recibo. Esto, mañana vamos a hacer una queja. Ni en teléfono, ni en ninguna Nada, otra página. Ni por la página web se informa de ...pues los trenes e estarán programados de esta manera o de la otra. O sea, aquí no hay nadie que esté programando cuando ya haya luz y mañana por la mañana a qué hora van a salir los trenes.、Uh -huh. Este es la, el servicio que están dando estas empresas. O sea, esto es lo que no puede ser. Tendríamos que estar sabiendo mañana cómo nos podíamos mover. ¿Y cómo os habéis planteado pasar la noche? ¿Aquí? ¿En alguna casa de algún conocido? Somos de la CGT y en, lo, y en un local de la CGT、pues、vamos a dormir como podamos, porque aquí es dormir en el suelo. ¿eh? Uh -huh. O sea, aquí la, lo que está dando、eh, Renfe y el IADIF es simplemente la estación en el suelo. No hay, Han y h a llamado al 112, parece ser, para tener avituallamiento y, y bebidas y tal. Pero esto no es dar un servicio a alguien. al que le has vendido un billete para que llegue a su casa. Y mañana ver la aventura, si podéis coger un billete, si podéis cambiar el vuestro. O sea, lo que nos dice ahora Irio es que tenemos que venir a las 6 o a las 7 de la mañana a esperar a ver qué es lo que pasa, sin ninguna información de nuestro número de, de, de, de viaje de ayer,、uh -huh. dónde va a estar metido dentro de las c o r n a d a s de mañana. Porque mañana nos tenemos que ir todos los que vinimos ayer, más los que se van mañana.、Uh -huh. Y eso、mmm, alguien lo tiene que estar organizando. No puede ser que aquí no haya nadie para informar. ¿Y eres muchas personas en un gru grupo? Nosotros somos 68. Y estamos esperando poder salir. Pues mucha suerte, ánimos para pasar la noche a ver si mañana se resuelve. Muchas gracias, Gracias. Pues、eh, más testimonios que recabamos aquí a la puerta porque de momento no podemos estar en el interior, en esta estación de Atocha aquí en Madrid. Gracias, Juan, porque el interior está cerrado de momento para la prensa porque allí tienen que hacer noche y descansar también、eh, Pues todos los afectados. Por cierto, que acabamos de saber que hay siete trenes que están siendo remolcados y que van a llegar a Atocha, siete trenes. De los once. De los once que eh, seguían. Eh, Con problemas que seguían atascados, así que en ese sentido va mejorando también、eh, pues、esa movilidad, aunque muchos de esos usuarios no tendrán dónde ir cuando lleguen si tenían alguna conexión después de, de Atocha. Pero sigue en marcha ese plan de evacuación. Quedarían, por lo tanto, esos eh, tres eh, convoyes, esos tres、eh, trenes pendientes de, de rescatar, de evacuar. Cuatro todavía, si nos salen las cuentas. Siete y cuatro, los once que teníamos por ahí. Ya me fallan las matemáticas, Carlos. No, no, no. Es que son muchas horas. Es ya, comprensible. ¿eh? <risa> También, eh, eh, además de los trenes, tráfico aéreo, ha habido retrasos. Pero de los seis mil vuelos, datos que ha dado el presidente Pedro Sánchez, se han cancelado 344 carreteras, sinenciales. sin incidencias, salvo esos atascos de la tarde. Y en cuanto a la red portuaria, esta continúa funcionando con total normalidad. Colegios, familias que、eh, quieren saber qué va a pasar con los colegios. Por ahora, las comunidades son ocho Eh, las que se encuentran en nivel 3 de emergencia han pedido que el gobierno se tome el mando: Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia. En esta última, los colegios permanecerán cerrados, mientras que en el resto, abiertos para que puedan ir los menores, aunque sin clase. Es decir, para que los padres, si tienen que ir a trabajar o son servidores públicos o tienen que ir a un hospital y no pueden dejar a los pequeños、eh, con nadie, no hay colegio, no hay horas lectivas, pero pueden dejar a los pequeños en el colegio que algo se hará.、A、Aragón, aunque No ha solicitado nivel 3 de emergencias. También ha anunciado que no habrá clases en el resto del territorio. Jornada lectiva. Los jóvenes tendrán que ir Lourdes a los centros. Bueno,、eh, desde luego que parece un problema menor,、eh, pero es verdad que la primera palabra que se ha venido a la cabeza de muchos cuando no sabíamos que iba para, para horas al ver que se i b a la luz ha sido: Ahí va la nevera. Eh, los yogures, ¿te ha pasado a ti? Los tuppers.、Eh? Sí, yo he abierto el frigo y he pensado, ¿y qué q u é hago? Qué, qué ¿Qué Además con del congelador claro, y, lo, y todo lo que acumulamos dentro. Si no hay luz, no hay refrigeración.、Eh, imagínate esto multiplicado por el tamaño de una heladería. Algo había que hacer con esos kilos de helado. Y en Madrid, uno de esos negocios ha decidido regalar conos y tarrinas. Claro, se iba a derretir. La escena se la ha encontrado ¿quién? Claudia p o y a t o Este lunes, una de las calles más concurridas del centro de Madrid, la calle Fuencarral, vivía estampas muy curiosas ante ese apagón. Más allá de las tiendas cerradas y las colas en los supermercados, uno de los lugares más demandados aquí, ante la falta de luz y comunicaciones, eran las tiendas de telefonía. El producto estrella que se iba agotando por momentos era la radio. Las radios en las tiendas donde venden radios están terminando. Yo ya llevo mi segunda tienda. También se han visto largas colas en establecimientos de hostelería que, ante la pérdida de alimentos, decidían regalar lo que les quedaba a sus clientes. Como ha pasado en una heladería donde centenares de personas han hecho cola. En esta cola que Está están regalando, regalando el helado, como no hay luz, se dañará. Entonces, venga, a comer el a i d e Porque vengo del de Lidl haciendo la misma cola por comprar tres cosas que la gente estaba caótica comprando todo. Y ya no están dejando pasar al supermercado, o sea que otra fila más para algo. Conforme ha ido avanzando el día, otra de las imágenes era la de supermercados ya cerrados con muchas personas pegadas a sus ventanales iluminados intentando coger algo de wifi. Y así poco a poco, hasta que se ha ido restableciendo la normalidad, es como se ha vivido este apagón en alguna de las calles del centro de Madrid. Gracias, Claudia Poyato. Son muchas las historias que hemos contado en estas、eh, casi doce horas de radio desde la una. Iba a decir de forma ininterrumpida, pero hemos tenido ocho minutos de silencio en esta casa. Algo y eso, insólito.、Carlos. Y eso es insólito, eso es noticia y es、eh, algo que por momentos nos ha alterado. Completamente la vida, porque hay cosas que uno cree que nunca van a pasar y ocurren, como han sentido los propios oyentes de, de esta radio hoy en sus propias carnes, quedándose a oscuras, quedándose las casas en silencio. Voy a recordar el cupón diario, el premio. Enhorabuena a los premiados del 55.405, serie 24. Es decir, no faltan los sorteos a esta cita. Tratamos de recuperar la normalidad y los sorteos tienen que estar ahí.、Eh, José Antonio Piñero, una reflexión final acerca de lo que hemos vivido esta noche. Tú como escuchante, pero también participando desde casa, en este caso. Pues mira,、eh, efectivamente es lo más atípico, n o estar,、eh, estar en, en tu domicilio con la tecnología que permite efectivamente la luz,、eh, las, las conexiones inalámbricas. n o La radio del futuro se, se convierte en la radio de siempre cuando te quedas sin luz y todo el mundo la tiene que, que escuchar para encontrar la verdad. La verdad es la palabra, n o porque no tenemos imágenes para, para mostrar cómo son realmente las cosas. n O O sea, que tienen nuestra palabra n o de que todo lo que pasa es cierto. Yo soy, perdón por la fricada, yo soy muy amante de la literatura de ciencia ficción. Eh, me encantan las películas de acción de estadounidenses de Palomitas.、Eh, la, la cuarta de, de Bruce Willis de Die Hard de la Jungla cuenta esto y también la serie Revolution del año 2012.、Eh, pero, pero eso son、eh, escenas de acción pura para divertimento. ¿no? Aquí en España hay un podcast de primera categoría que se llama El Gran Apagón, que está en la mente de muchos periodistas en estas últimas horas, que se convirtió en serie de Movistar Plus que se llama Apagón. Eh, y no es hacer publicidad, ¿eh? es una obra española fantástica que deben acudir a ella. Y además es poco realista porque es la consecuencia de una llamarada solar que afecta a las comunicaciones y a la luz y nos deja en ese apagón que cambia la vida del país. ¿no? Pero la serie que narra perfectamente lo que hoy hemos vivido como si fuera un prólogo, porque se ha quedado en el prólogo, es la serie francesa El Colapso. Son ocho episodios, cada uno en plano secuencia, que está muy de moda esto del plano secuencia. Y que hemos vivido hoy lo que sería solamente los primeros minutos del primer episodio. O sea que realmente quedarnos sin luz, quedarnos sin energía por una crisis energética europea o mundial es algo que es el temor que hoy teníamos muchos, ¿eh? temíamos, pero por fortuna se queda solamente en un tremendo susto que mejor dejarlo para la literatura. José Antonio Peñero, gracias, buenas noches. Un fuerte abrazo, buenas noches y muchas gracias. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión quieres、pues、dejar? Mira, voy a decir una frase que ha dicho el presidente del gobierno, sin que sirva de mucho precedente. Ha dicho: cuando pasan estas cosas fuera de lo normal, en España sacamos lo mejor de nosotros. Pues eso, que saquemos lo mejor de nosotros después de una pandemia, un volcán, la filomena, h área e l apagón y sobre todo. Una reflexión final. Larga vida la radio, que siempre está a nuestro lado, nos informa y nos acompaña. Hay tantas o n gracias también por el esfuerzo de llegar hasta aquí, hasta el 101, y acompañarnos hasta estas horas. Pasada s ya la hora. Había que estar aquí. Ahora hay que volver a casa, e h a ver. Sí, sí, y a ver si funciona lo del garaje para entrar. <risa> Y a Lourdes Maldonado. Lourdes,、eh, esto ha sido el principio de una gran amistad, seguro. Eso es seguro.、Eh, lo cierto es que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. n o、eh, Es verdad que, que la, radio ha dado, la radio pública ha dado respuesta a lo que estaban pidiendo a gritos los ciudadanos, que es información、eh, y un lugar、eh, en el que sentirse escuchados. Lo hemos vivido en las últimas horas y a tu lado ha sido un lujo. Pues、eh, digo lo mismo. Gracias, Lourdes, y gracias a todos los compañeros de las áreas territoriales, a los Compañeros de producción de todos los programas de Radio Nacional de España, es imposible nombrar a todo el equipo técnico que ha participado para que la radio siga sonando y que va a seguir sonando a partir de ahora en voz y en el mando de, podría ser peor, Ángela Fernández y todo su equipo, al mando acompañándoles y、eh, haciéndoles reír, si es posible,、sí、es posible, que seguro que lo va a ser, seguro que lo va a ser. Ángela. ¿Qué tal, Carlos? Pues nosotros tenemos tres horas por delante de Radio en Directo para informar, para entretener, para Acompañar en una noche que todavía puede ser complicada para muchos. Nos vamos a desplazar esos puntos que se han habilitado en、eh, Madrid para las personas que no tienen dónde pasar la noche. Cuando tenemos un teléfono gratuito del directo, que es el 900-137-137, siempre disponible, siempre abierto para escuchar vuestras historias, para ayudaros también en todo lo que podamos. Y ya sabéis que cuando no funciona la televisión, cuando no tenemos luz, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Pues jugar. Eso vamos a hacer también con los oyentes en ese mismo teléfono, en el 900-137-137.、Eh, algunas cosas extrañas. Que hemos visto por internet, como por ejemplo que un móvil se puede、eh, enchufar, se puede cargar con una patata, pues vamos a hablar de <risa> si es posible o no es posible y, y entretener, sobre todo entretener a los que nos están escuchando y, y ayudar, informar y estaremos pendientes de todo lo que ocurra esta noche. Mucha gente al otro lado, Ángela,、sí. una gran responsabilidad, pero tienen nuestra palabra. Vamos a seguir aquí el tiempo que haga falta. Gracias y buenas noches. Especial Informativo, Radio Nacional de España. Carlos Núñez, Lourdes Maldonado.